En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. El programa que comienza ahora mismo en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Una de las frases que más se repitieron desde el comienzo de esta historia es que saldremos siendo mejores. Se decía con buena intención. Pero tengo dudas. El deseo es que sí, pero el deseo no es la realidad. Algunos serán mejores, radicalmente mejores, pero algunos serán radicalmente peores. Y cuanto más es negativo, eres, para otros eres más objetivo y ventes más. En la nueva normalidad hay que saber si será más normal el ser siniestro. Lo peor es que los malos se creerán mejores. Hay que darles las gracias por perdonarnos en la vida. Lo que está ocurriendo en el mundo ha sacado un egoísmo brutal a la luz. Uno es bueno si se pone el casco y dice al resto que hay que llevarlo, pero no se lo da. Y si se tiene otro, prefiere guardarlo en el armario antes de dárselo al tercero. ¡Ay! Algunos a los que hay que dar las gracias, insistimos, por sacar la vara. Eso creen, pero no. El mundo, creo, no saldrá mejor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo el equipo preparado desde ya mismo, conmigo mi jurado en la parte técnica Silvia Castasola, en la condirección, Javier Sevillano, en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos en Bruno Carañosa. En unos instantes vamos a charlar con una de las escritoras y novelistas más importantes y leídas de nuestro país, Julia Navarro. La autora de libros como La Hermandad de la Sábana Santa y de obras como Dispara, yo ya estoy muerto y tú no matarás. Periodista, novelista, una escritora de lujo esta noche aquí en La Rosa de los Ventos. En la que también os vamos a hablar de cómo la FIA ha intentado, intentó en su momento colocar micrófonos En la Moncloa Es una de las cosas, eh, una de las operaciones Sobre las que charlaremos en materia Cerrada Con Fernando Rueda También os vamos a comentar esta madrugada Algo sobre animales extraños y misteriosos Será en el Círculo Secreto También os vamos a hablar de cine De cine sobre superhéroes En el callejón con José Manuel Escribano. Y se están dando en el mundo del cine los eh, primeros eh, pasos. 3.600 eh, salas eh, que no funciona, pero la primera la primera se ha abierto ya. Es su autocine, pero es un paso importante a lo que puede ser el futuro. Y en la cara B vamos a tener la presencia del la autor alaquímico que ha escrito el libro No tocar. Y además eh, vamos a contar esta noche con la presencia de Próspera Muñoz, una invitada cara grande a esta aventura en la Rosa de los Ventos. En los encuentros eh, cercanos estará. Tenerla es algo genial. Es la primera abducida de nuestro país. Eh, nos remontamos con ella al año 1947. No se hablaba entonces eh, de fases eh, para nada. Pues bien, el suyo es un encuentro en la quinta fase sé cómo se conoce a este tipo de episodios. Vamos a hablar con ella, con la protagonista de esta experiencia, Próspera Muñoz... ...después de muchos años, va a estar aquí en La Rosa de los Ventos... ...nos va a contar su experiencia, es una brusilla, su testimonio es único, esto es extraordinario. Y vamos a hablar de la luna, en Eureka con Mado Martínez... ...y por supuesto con Javier Sevillano, señales en del fin del mundo... Es una semana extraña, época de subidas y de bajadas, hoy hemos eh, tenido 102 víctimas mortales por coronavirus, una cifra terrible, pero es la más baja en semanas, si todo va bien, en unos días eh, se alcanzará la esperada y soñada meta de menos de 100 víctimas al día, el pasado es eh, terrible, pero el futuro, el futuro ya parece que va a ser algo mejor. detalle muy importante, esta semana se han conocido los datos del estudio serológico en todo el país ha habido menos casos de lo que pensábamos, el virus ha afectado menos de lo que creíamos y tenemos menos defensas, un 5% de las personas aproximadamente tienen esas defensas, esos anticuerpos, pero eso también significa entre otras muchas cosas cosas malas, también hay una cosa que significa, y eso significa que nos hemos confinado mucho, mucho y eso es el mérito de todos en ¿eh? lo que nos escucháis y todos ¿eh? los españoles ha habido un confinamiento verdaderamente espectacular y se ha dado un ejemplo al mundo pero antes, eh, por supuesto, aquí en La Rosa de los Ventos, el concurso para descubrir al personaje oculto de esta noche con las primeras pistas que nos dicen lo siguiente pues eh, buenas noches queridos oyentes y lo primero quiero dar las gracias a todas las felicitaciones que me habéis hecho por mi Cumple con finavirus, eh? Confinacumple, que es el primero y espero que sea el último que tenga a lo largo de mi vida. Muchísimas gracias, ¿vale? Que ya llegarán momentos mejores, porque muchos de vosotros también estaréis con hijos, con familiares que hayan tenido su Confinacumple. Bueno, y dicho lo cual, pues vamos a ir con nuestras pistas, porque va de pintores. Son pintores muy especiales, son pintores contemporáneos, cuya forma de mostrar su arte, pues les ha hecho célebres. Pero atentos, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es el protagonista de esta noche? Si uno de sus referentes fue nada más y nada menos que Sorolla. Las opciones que os doy son Juan Genovés, Eduardo Úrculo o Antonio Saura. Ya sabéis que en rosa.vientos.es, si escribís en el correo o si lo hacéis en Twitter, tenéis que poner almohadilla Rosa Vientos y ahí nos decís cuál es el pintor que pensáis que es el que se esconde en el concurso de esta noche. Os deseo mucha suerte y nada, venga, a escribir rápidamente porque uno de vosotros, solo uno, de todos los que acercéis, recibirá un detalle del programa. Con Almohadilla rosaventos Ventos, el Gatillo nos dice, yo me voy a fase 3 ahora mismo, que es estar en casa, escuchar la radio metido en el armario y con una almohada para tardarme los ojos si me deis miedo a todos. Fase 3, bueno, nosotros aquí en Madrid seguimos a fase 0, eh, no, no, no podemos hacer absolutamente nada, pero estamos encantados de estar con todos vosotros. Desde aquí, desde La Rosa ahí eh, comenzamos. La de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ...escriptoras y novelistas más importantes y leídas en de nuestro país. Están los objetos, ella es Julia Navarro. Muy buenas, Julia, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Imaginando un futuro mejor, ¿verdad? Sí, yo siempre que estoy aquí un poco tristona o que siento una cierta desesperanza... Eh, pongo esa canción de John Lennon y, bueno, me da un mega subidón. Muy buen gusto tienes, Julia. muy <ríe> Gracias, gusto. Silvia. Periodista y novelista. Eh, a veces, eh, para ser buen novelista, hace falta haber sido periodista. En algunas cosas es necesario eh, tener esa empatía, ese conocimiento del comportamiento positivo y negativo del ser humano. Bueno, el periodismo es una escuela de vida, es, eh, es eh, realmente eh, el haber ejercido el periodismo tantos años a mí me ha enseñado mucho y me ha dado la oportunidad de vivir tantas cosas que de otra manera eh, no hubiese podido vivir y por tanto, eh, pues eh, de alguna manera mi paso por el periodismo eh, me ha enseñado a ser novelista. Sí. Estos eh, días, eh, con todo lo que está pasando, ¿te hubiera gustado ser un poco periodista a la hora de contar las cosas? Periodista en activo, quiero decir. O eso no tiene nada que ver con el ejercicio profesional, tiene que ver con un sentimiento. Pues eh, yo creo que el periodismo imprime carácter y que uno, aunque no ejerza, no lo deja de ser definitivamente. ¿no? Eh, bueno, yo en estos días de confinamiento, la verdad que han sido días, supongo que como para todo el mundo, días difíciles. El, esa sensación de pérdida de libertad, de no poder... Eh, una cosa es estar en casa y otra cosa es no poder salir de casa, pero creo que era necesario, que lo hemos hecho bien y que seguramente... Gracias a eso, pues no hay muchas más, eh, más víctimas eh, de este maldito coronavirus, ¿no? Eh, me hubiese gustado estar en primera línea contándolo. De alguna manera, aunque no he estado en primera línea, tampoco he dejado de contar eh, lo que veía a mi sí. alrededor, no he escrito algún artículo eh, al respecto. Se ha dicho mucho... Eh... Cuando le preguntamos a algunos novelistas, escritores, lo han escrito también en redes sociales, en sus blogs, no ha habido tanta inspiración como nos creemos y seguramente es por eso que nos comentabas ¿no? que no ha sido un retiro voluntario sino forzado, hemos ido a la cárcel en cierto modo, a la cárcel de los sentimientos. Yo los primeros días, te confieso que, eh, bueno, me escribía, estoy escribiendo ya un, una novela y entonces eh, pues lograba concentrarme y, este, y escribía pues eh, eh, bien, eh, sin, sin grandes problemas. Pero luego poco a poco la ansiedad te va venciendo y eh, eh, bueno, pues o sea, yo ahora sí que tengo problemas para concentrarme. La verdad. Y, y es, Sí. sí no que te quiero decir que podría decir no no estoy encantada fíjate la cantidad de horas que tengo para estar eh, escribiendo pero pero pero no yo ya siento ese peso de, de, de esa falta de, de poder de salir a la calle y cada vez cada día que pasa me cuesta más concentrarme sí porque comentaban al principio como que las dos primeras semanas las personas eh, lo estaban llevando un poco mal y que después en algunos casos o la mayoría de los casos, lo que hacían ya era que se acostumbraban ¿no? a ese, a ese modo de ir. Y yo creo que, que ha sido todo lo contrario. Yo creo que en, en el... En casos, el sí. Claro en mi caso Silvia ha sido todo lo contrario yo que, que hago tantísima promoción y que viajo mucho y que me, me, el año pasado me pasé pues prácticamente el año yendo y viniendo a América pues esos esos primeros 15 días que estaba en casa pues casi era un descanso y decía bueno pues qué bien, qué bien estoy, qué bien estoy aquí, pero luego de repente un día eh, pues miras por la ventana y te das cuenta que no puedes salir y ese peso empieza a dejar Dejar, eh, empieza a dejar una huella. Y ahora hay un poco de temor, ¿no? Eh, que generalizado que es esta situación que se es, está prolongando excesivamente en el caso por ejemplo de Madrid o incluso también de, de, de Barcelona y en algunos otros sitios, como que esa eh, pues sí, coartada de, de, de, libertad, ¿no? De, de que no te dejan movimiento. como que te están ahí todo el rato ...que pueda llegar a tener una nueva situación de pérdida de derechos, de pérdida no. de libertades... Es que de alguna manera, eh, bueno, la pérdida de libertad es, es algo evidente, ¿no?, al tener que estar confinados en casa y no poder salir. Eh, ojo, yo insisto que, bueno, esa era una de las recomendaciones que hacía la Organización del Mundial de la Salud, ¿no?, de que había había que estar en casa para intentar eh, cortar la cadena del, uh -huh. de contagios, pero hay un momento en el que, eh, bueno, los días pasan y eso se hace cada vez, eh, pues, evidentemente, eh, Más, más pesado, más angustioso. Luego, en el caso de España, eh, bueno, uno también se plantea eh, una cosa es estar en casa, no poder salir para cortar la cadena de contagios, pero otra es que, eh, bueno, a mí no me gusta ver que se gobernando a, a golpe de decreto ley, que no se reúna el parlamento en, en, en bueno en, en una actividad normal, eh, que, que tengamos eh, la sensación de que nos están colando de matute pues otras cosas que nada tienen que ver con el coronavirus. O sea, yo creo que que hay que hacer todo lo posible para cortar la cadena de los contagios, pero luego hay otras muchas cosas que evidentemente yo creo que, que, están, que están en cuestión y eh, es verdad que en Madrid estamos eh, pues el confinamiento se está alargando, se está alargando demasiado ¿Qué? y no nos han dado una razón realmente eh, convincente ni de peso de, de por qué uh -huh. Uh -huh. nos has dicho comentado antes eh, que eh, habías empezado a escribir algo que se estado escribiendo Pues no, yo ya estoy ya llevo... ...tiempo escribiendo en zarzada en mi siguiente novela... ...y los primeros 15 días pues este que vamos, iba a velocidad de crucero... ...yo decía como siga así, termino la, la, la novela en un pispap... ...pero luego como te decía eh, poco a poco, eh, bueno pues eh, eh, la ansiedad... ...que provoca la falta la falta de, de esa libertad de poder salir a la calle... ...yo la he empezado a ya a notar... Y no cuento de que estoy escribiendo Bruno y Silvia, porque ya sabéis que nunca, nunca adelanto de que van mis novelas. Siempre tengo la sensación de que hasta que no pongo la palabra fin, eh, lo que estoy haciendo todavía no existe. eh Pero aunque no pongas la palabra fin, anticipanos algo. No, sí, no, no, Bruno, eh, que no, que no, que no, que no. Ni el contexto histórico. No, no, no, no. <risa> bueno, vamos a contar qué es en los últimos 10.000 años, ¿no? Efectivamente, en los vale. últimos 10.000 años ¿Y en los últimos 5.000 también? También ¿Y en pero los ya, últimos 2.000? Nada, nada, ya, ya no <ríe> va a tomar ¿eh? Vale, vale, vale Bueno, eh, o sea, no te voy a sacar nada, ¿no? No, no. Bueno. no Eso no, de todo lo que quieras sí. Pero ¿de qué va mi siguiente novela? Eh, nada, nunca cuento nada Oye, por cierto, tu primera novela hablaba mucho de Reliquias El título La hermandad de la sabana la santa, santa. Eh, Creo que ha tenido un perfil un poquito bajo, ¿no? La iglesia en estos días eh, podía haber eh, Se han hecho cosas importantes, eh, pero no ha habido tanta relevancia, ¿no? Pues yo creo que Caritas ha estado ahí y Caritas está en primera línea de batalla ayudando a la gente, yo creo que la acción... No, Caritas... pero no digo la, la línea social que evidentemente está, pero me refiero a la institución, eh, el Vaticano como país, no ha, la sensación que tengo yo eh, es que no ha tenido un perfil alto, no se va a recordar la pandemia por el perfil y por lo que hizo el Vaticano. Bueno, hubo esas dos, esa, esa misa del Papa, eh, eh, eh, eh, ese acto esa oración que hizo en el Vaticano ese día de lluvia en roma eh, que fue una cosa bastante impresionante yo lo yo lo seguí por televisión pero efectivamente el perfil eh, ha, ha sido bajo tampoco sé yo si podían decir muchas me, más cosas eh, pero pero efectivamente ha habido o, o puede puede haber personas que piensen que que, que, que tengan esa sensación como como de ausencia pero mmm, quizá eh, yo creo que eh, esa otra parte de la iglesia que ha sido Caritas ha estado tan presente tan tan a pie de calle ayudando a los que más lo necesitan que a veces eh, bueno, no, a veces no hay que mirar tanto a Roma y si sí hay que mirar A, a la iglesia de nuestro alrededor. Cada vez se ve más gente que está pidiendo ayuda ¿no? en esos bancos sí. de, de alimentos y yo recuerdo un, un poco eh, lo que pasaban los personajes de tu anterior novela de Tú no matarás ¿no? en esa posguerra lo mal que lo pasaban Eh, como pues, eh, también tenían esas carencias de alimentos hacían también esos negocios con, con el extraperlo ¿no? ahora fíjate este jaleo que ha habido hasta que se consiguen mascarillas entonces, eh, al, al final, aunque sean contextos y años totalmente diferentes en este tipo de, de, de cosas siempre se producen las, las, las mismas carencias y, la, y las mismas terribles consecuencias sí y la verdad es que eh Eh, siempre lo suelen eh, sufrir pues las personas eh, que tienen eh, menos, menos medios, no esas colas que hay delante de los comedores de caritas en las parroquias. Eh, Bruno me decía, la presencia de la iglesia, bueno, yo veo eh, las parroquias que están, las iglesias que están cerca de mi casa, eh, como todos los días acuden personas y como todos los días, eh, bueno, pues los párrocos hacen lo imposible por... Por ayudar, eh, no, pero a, no a... me refiero a la labor social eh, que es esta. No, no, claro. eh, me refiero a la institución. A la institución, eh. a la, institución sí, la labor la social, social, claro que ha estado presente, muy presente. Es eh, lo que debe estar presente. Me refiero a la institución, al Vaticano, a la Iglesia, Allí al Papado, hizo, ¿no? Hizo, hizo esos dos actos, aquella oración en la plaza. En, ...en la plaza de San Pedro... ...y luego aquella misa... ...y luego es verdad que ha tenido un perfil... Eh, ...un perfil eh, más bien... ...más bien bajo... Y como decía Silvia, eh, la verdad que en estas situaciones de crisis, eh, bueno pues eh, la desesperanza es, muy, es es muy grande, pero fíjate en una guerra civil, bueno pues el, el resultado después de esa guerra es, es la falta de todo, no es un país asolado. ahora eh, quizá es menos explicable y menos tolerable que un país eh, moderno como es el nuestro hayamos tenido el problema que hemos. Tenido. ...tenido de falta de material sanitario, ¿no? Eso es eh, fruto de una mala gestión. Bueno, no estoy todos... En este, sí, bueno, pero, pero en el nuestro lo hemos sufrido especialmente. Otros países han estado, eh, eh, bueno, mm, en todos no, eh, en todos no. Ha habido, a, a lo mejor en algunos eh, momentos puntuales, eh, pero no ha habido los déficits que ha habido aquí, que es que mm, es que de repente nuestros sanitarios, eh, hay miles de sanitarios contagiados porque no tenían los equipos adecuados. Uh -huh. o sea, ya no es que las personas... ...de a pie, de la calle... ...no encontrábamos una mascarilla en la farmacia... ...es que se han contagiado... ...pues médicos y enfermeras... ...y, y todo el personal sanitario... ...muchas del personal sanitario... ...porque no tenían... Eh, ...bueno, los elementos... Mm, ...más eh, imprescindibles... Para, ...para hacer frente al, al coronavirus... ...realmente se han estado jugando la vida... ...en primera línea... ...en primera línea de combate... ...y eso es fruto de una falta de gestión... ...de planificación... ...de, de, de no haber hecho mejor las cosas... ...era difícil de hacer... ...sin duda... Pero, pero, bueno, las cifras hablan por sí solas. ¿Tú crees que después de todo esto, como decía al comienzo, vamos a salir mejor o peor, mejores o peores, eh, como personas? Nos pues vamos, a aparecer, vamos a parecer eh, un poquito a los eh, protagonistas, a algunos de los protagonistas de sus últimas novelas, <risa> porque son malos, malísimos algunos de ellos. No, yo creo que vamos a salir eh, iguales, es decir, no vamos, el, el ser humano es igual. O sea, que vamos a, a salir de igual de mal, ¿no? Que... No, vamos a ser igual que éramos, igual de buenos igual de malos. Eh, ¿Cambió el mundo después de la peste de la Edad Media? ¿Fueron los hombres mejores? ¿Cambió el mundo después de la Primera Guerra Mundial? ¿Después de la de la mal llamada gripe española? ¿Cambió el mundo después del terror del holocausto? Pues no, eh, la bondad y la maldad siguieron campando, pues eh, depende de cada persona. Yo lo que creo es que después de una situación como esta, eh, sí debería de cambiar eh, la forma de eh, eh, de mirar el, el, el futuro, ¿no?, Es decir, a lo mejor tenemos que empezar a exigir, por ejemplo, nosotros, los ciudadanos españoles, que se invierta más en, en, en I, ¿no? en investigación uh -huh. y desarrollo. A lo mejor también tenemos que empezar a exigir a nuestros políticos que determinadas industrias vuelvan a localizarse. que eh, eh, bueno, que no nos vuelva a pasar una situación como esta sin los medios adecuados para hacerla a frente. Yo creo que sí que. Podemos sacar lesiones de una crisis tan terrible como la que hemos vivido. O la que eh, estamos viviendo todavía. La que estamos viviendo, estamos claro. Estamos empezando a hablar en pasado, bueno, porque se empieza a ver el final de confinamiento, parece que pasamos de fase, pero no quiere decir que pasemos en del libro. Se acaba no, no, un capítulo, no, se es... está acabando un capítulo, ¿no? Fíjate, eh, Bruno, que la Organización Mundial de la Salud hace unos días, uno de sus responsables decía que este virus ha llegado para quedarse y que tendremos que aprender a convivir con, con con este coronavirus hasta que haya hasta que haya una vacuna, ¿no? Bueno, pues eh pues esa es una realidad que Aunque las, las cifras vayan mejorando y ojalá cada vez haya menos personas que mueran o menos personas que necesiten entrar a una, una UCI, vamos a tener que seguir adoptando medidas eh, pues para no contagiarnos o para no contagiar a otros. O sea, vamos a tener que, que ser eh, absolutamente responsables y saber eh, que hasta que no exista esa vacuna, eh, pues... No podremos recuperar nuestra vida tal, tal como era. Sí. Y en cuanto a la condición humana, pues es que el hombre sigue siendo igual a lo largo de, de, del, del tiempo, haya pasado lo que haya pasado. y Luego ya veremos, Julia, con el tema de la vacuna, que también está trayendo <risa> mucho debate, porque algunos comentan que como no están teniendo todo el protocolo y todo el estudio correspondiente de tiempo que se necesita para ver si no hay ningún tipo de efecto secundario pues que están ahí un poquito con miedo A ver si nos terminan diciendo o te pones la vacuna o no puedes hacer ciertas cosas y no sabes luego lo, lo que puede suceder después no es que si te pones exactamente la vacuna. Claro, esto es un peligro. Tienes toda la razón, Silvia, y eso es un temor que yo creo que vamos a tener todos los ciudadanos, ¿no?, de decir eh, bueno, eh, a lo mejor si se, si no se, no se cumplen con determinados claro. plazos, eh, a lo mejor es peor el remedio eh, que, la, que la enfermedad. Yo creo que la sociedad tiene que exigir que el día que llegue una vacuna sea con todas las garantías. Uh -huh. y, y a lo mejor, pues tenemos que esperar más tiempo a la vacuna, pero sí sería posible eh, que hayan investigaciones paralelas sobre medicamentos que alivien y que ayuden a paliar eh, los efectos. Ojo, eh, pero, de, de pero, pero, bien. Julia, eh, creo que hay que dar un mensaje importante a la gente, eh, eso puede sonar un poco discurso antivacunas ¿no? No no, no no no no no al es revés que no, es claro. así. no no no no no es, es, es, no pero para que la gente no lo no, no, conozca no, no, y no lo interprete y no lo identifique. no así, no no no no no no no no vamos a ver eh, eh necesitamos una vacuna eso es. necesitamos una vacuna cuanto antes pero necesitamos una vacuna con todas las garantías y la es habrá. decir los científicos están diciendo que eh, una vacuna no se puede sacar en seis meses eso es entonces Pero a lo mejor en seis meses sí podemos tener determinados medicamentos eh, que sirvan para empezar a tratar este virus. Bueno, pues eh, eh, yo lo que creo es que lo que tenemos que pedir es que se siga investigando para, no solamente para conseguir la vacuna, sino para podernos tratar de esta enfermedad. Eso es, y además hacer frentes a otras posibles pandemias, o sea, que, claro. que no Por nos ejemplo, precipitemos. El SIDA, el SIDA todavía no hay una vacuna, pero ya hay tratamientos uh -huh. para tratar el SIDA y para que sea una enfermedad que se convierta en crónica. Bueno, pues eso ya es un paso importante. Ojalá tengamos una vacuna pronto contra el COVID-19, pero um, si mientras tanto tenemos medicamentos que um, hagan que la enfermedad pues pueda ser crónica, pero no mortal, pues uh -huh. o sea, no, habremos avanzado mucho. Pero yo desde luego soy absolutamente partidaria de las vacunas. No, yo también, pero en el caso de lo que estamos comentando, que sea algo que tenga todos los protocolos y que claro. no, no por intentar hacerlo muy rápido o precipitarnos sea peor el, el, el remedio que, que, la, enfermedad, que, que claro, la enfermedad. Entonces, pues, eh, todo haciéndolo y, y si se investiga Y se, coge, y se dan presupuestos y se apoya sobre todo a la sanidad que siempre, sobre todo en nuestro país hemos tenido una sanidad maravillosa con, un, con unos especialistas y unos profesionales fantásticos con lo cual todo eso, mientras se pueda seguir cuidando si ese es nuestro patrimonio si es lo que estamos Pero deseando que tenemos que invertir en eso y mira, fíjate estos días habéis visto o habéis leído en, en los periódicos habéis escuchado, bueno, pues en todas partes eh, cómo se entrevistaba a responsables de laboratorios importantes de centros de investigación eh, eh, eh, científica en, en Estados Unidos, en Europa, que eran españoles. Es decir, tenemos muchísimo talento fuera porque aquí investigar es llorar ...porque no hay medios... ...porque los contratos... ...se les hace contratos basura... ...porque, es decir... ...no, eh, no hemos hecho una política... De, eh, ...de investigación y desarrollo... ...no se ha... Eh, ...no se ha invertido... En, en, ...en ese talento... ...que se ha tenido que ir fuera... ...bueno, pues yo no sé si seremos mejores... ...creo que no, después de que pase esto... ...pero hombre, la lección que tenemos que aprender... ...es que hay muchos científicos... ...muchos jóvenes que están fuera... Eh, ...dando lo mejor de sí mismos y que podrían estar aquí, o sea que, que tenemos que conseguir eh, eh, que España sea un país que invierta en investigación... Pero, eh, fíjate, el otro día hablábamos aquí en el programa con eh, Salvador Macepe, que fue director de un departamento importantísimo del hospital más importante del mundo, que es el Hospital Montesinaí, en Nueva York, que es el director de un laboratorio. Ahora es un español, pero es director de un laboratorio, una de las universidades más importantes del mundo, la Universidad de Leicester, y a mí me contaba cómo... Esta globalización, claro que cada país tiene sus problemas, pero gracias a la globalización también el conocimiento es de todos. Y lo que hoy sabe uno, lo sabe todo el mundo al instante. Y, y poco después, el mundo ha mejorado, creo yo, eh, gracias, yo a, creemos, gracias a esto, ¿no? Sí, pero yo creo, eh, Bruno, que eh, un país no tiene futuro eh, si no invierte en investigación. O sea, creo eh, que realmente... Eh, eh, necesitamos eh, eh, que también eh, todos esos jóvenes españoles que se han visto obligados a marcharse porque aquí no han encontrado la oportunidad de investigar, pues eh, no tengan que hacerlo las generaciones futuras. Es estupendo. Yo mm, creo que la globalización tiene eh, muchísimas ventajas, evidentemente, pero también creo que... Mm, Eh, a mí me parece una tragedia que a raíz de la crisis del, económica del 2008 eh, nuestros hijos tuvieran que emigrar sí. para morarse la vida. Es decir, una cosa es... es, es pues me voy a hacer un máster, me voy a hacer, eh, me quiero ir a vivir a Nueva York porque quiero vivir allí, quiero trabajar allí, ah, me tengo que marchar porque en mi país no hay planes eh para de eh, de inversión en la investigación y en el desarrollo y si quiero ser un investigador me tengo que ir al otro para este extremo del mundo. O sea yo creo que son planteamientos diferentes, ¿no? Claro, o sea lo, lo fantástico sería que nuestros jóvenes se queden los que quieran quedarse porque tienen medios y que además seamos capaces de atraer talento de otros países. Uh -huh. Y además es que las sociedades se, se evolucionan en un futuro muchísimo mejor, la sociedad tanto en igualdad, pero es que también lo que tienes que invertir es en educación y claro. en investigación. Esos son los dos pilares fundamentales. Sí, efectivamente, Efectivamente, o sea yo creo que esa es una de las reflexiones que eh, que tenemos eh, que tenemos que hacer, que siempre el patito feo en los presupuestos generales del Estado es investigación y desarrollo, la cultura e investigación y desarrollo. Eh, es decir, eso estaba pensando, porque sí. estamos diciendo eso, bueno, ¿y la cultura dónde queda todo claro, esto? No. Porque también un país en donde hay gente que lee y lee libros, libros buenos como los tuyos, pues es un país más educado, más formado. Hay que claro. potenciar eso, ¿no? Es que un país que no invierte en cultura es un país que, que se queda sí, sin alma, ¿no? Y en nuestro país, pues la cultura también es otro de los, de los patitos feos, ¿no? En estos días, sí. en los que, eh, bueno, pues el gobierno ha decidido que haya ERTES para ayudar a las empresas, etcétera, sin embargo, todo el sector cultural que es una industria importante, eh, bueno, ha sido totalmente dejada de la mano, ¿no? Y ha habido protestas por parte de los creadores, ya sea de, de, del cine, de la música, hoy era un grupo de importantísimos eh, eh, artistas plásticos uh -huh. de los, los mejores pintores, los que hacían, pues, otra llamada de atención y un manifiesto diciendo al gobierno, oiga, eh, haga algo. Pues eh, bueno, pues es que es, es, es así. La cultura siempre ha sido eh, la, la, gran, la gran olvidada. Hasta los o sea, museos no, se están quejando eh, no, también. Sí, pero, pero fíjate, a mí me llama la atención que los mismos que decían, subvencionados, subvencionados, subvencionados, son los mismos que defienden eso. Y que haya más apoyo. Entonces, que queramos? Se apoya siempre, ¿eh? No solamente cuando cuando interesa o son unos nombres, creo yo, ¿eh? La cultura hay que apoyarla en todo momento. Claro, claro que tiene que tener subvenciones. Creo, pues claro, eh, como todo, como los fabricantes de coches. Yo creo que, que efectivamente, o sea, pero yo creo que la cultura ese eh, es, eh, vamos es que un país que renuncia a tener eh, creadores a tener eh, una producción importante de creatividad pues es un país que se va muriendo lentamente sí. Entonces, España es un país con una riqueza cultural eh, enorme, eh, pero necesitamos, necesitamos invertir, se necesita seguir invirtiendo en ella, se necesita, eh, bueno, por ejemplo, ahora la industria del libro eh, lo va a pasar francamente mal. Con las librerías cerradas habrá miles de librerías que no puedan sobrevivir a esta crisis. Bueno, pues esas pequeñas empresas, esas pequeñas librerías, pues merecen también eh, un apoyo. Oye, perd podrá... perdona, hay una pregunta que se me ha olvidado hacerte. Eh, ¿Y cuál era el título del siguiente libro que vas a sacar? <risa> Bruno, no me lo has dicho, creo. Es que no, no te lo he dicho. Bueno, no el título, pero sí por lo menos el tema. No. ¿No me lo has dicho? Sí, no. se me ha olvidado. No, que no, no, que no te lo he dicho, Bruno. Eso, eso... Eh, aquí No te creo. Sí lo has dicho. <risa> no, no lo he dicho, Bruno, ya, ha, no. di, ha dicho que por la tripa te corre un bicho. Pero, por ejemplo, tú fíjate que ahora dentro de nada sería la Feria del Libro de Madrid. Sí, sería... Bueno, fíjate que ha pasado el Día del Libro, ha pasado San Jordi, ahora empezaríamos la Feria del Libro de Madrid a finales de mayo... Eh, bueno pues todo eso es todo eso es una catástrofe pero eh, y e insisto lo que significa el cierre de esas pequeñas librerías eh, que no van a poder eh, que no van a poder subsistir eh, y eso es una tragedia es decir eh, eh, los libros son absolutamente eh, imprescindibles eh, yo creo que, que sin la lectura eh, somos peores. Pues, Totalmente. Sin embargo, nosotros recomendamos aquí, a nuestros oyentes, leer mucho, mucha información, muchos datos, que son los que se encuentran en tus libros. Son libros en donde esa formación periodística que has tenido se demuestra. Casi mil páginas de cada libro eh, y están funcionando muchísimo y te han hecho una de las escritoras más leídas, una de las novelistas más importantes de nuestro país. Eh, ¿Cómo está yendo el último libro? Pues la verdad que ha ido eh, muy bien eh muy tanto en España como en eh, como en América eh, además eh, salió eh también ya eh, en inglés y ya he la verdad que, que ha tenido una buenísima acogida en, en Estados Unidos, lo que pasa es que evidentemente pues, eh, la llegada del COVID-19 pues, eh, ha cortado todas las expectativas eh, que todos teníamos. ¿no? Es decir, por ejemplo, mi libro en inglés salió eh, pues eh, a finales eh, eh, en octubre de, del, del año pasado, Pues, eh, pues fíjate, en febrero empieza todo, todo, toda esta tragedia, pues lógicamente el libro se ve afectado. En estos momentos todos los libros están, y todos los escritores, uh -huh. estamos viendo los efectos eh, terribles de, de esta crisis. Tú no matarás, eh, se titula así el último libro que has eh, publicado. El siguiente me decías que iba a tratar de qué <risa> Es que no me has dejado acabar la pregunta. Bueno, pero no, eso, mira, cuando luego estéis en la tercera fase, sí. eh, de repente aparecerán mmm, unas letras así que se dibujarán en, en, en, en, no sé, en el aire del estudio y ahí aparecerá ah, el Ah, vale, vale, y lo contaremos, ¿vale? lo contaréis. Eh, pero es... la exclusiva, no, o sea, la permites ayender a los oyentes cuando esté ese libro... Claro, claro, claro, vale, claro vale, vale. pero si siempre, eh, vamos, ya sabes que, que ya además sé, yo yo siempre pido ir corriendo a vuestro programa uh -huh. porque, porque soy una oyente fiel de, del programa y, por ejemplo, esta noche con el programón que habéis anunciado que vais a hacer, eh, bueno, pues eh, eh, eh, aquí estoy. El programón es ahí, gracias a ti. Hemos comenzado con Julia Navarro, insistimos una de las escritoras y novelistas más leídas y queridas de nuestro país. Un enorme placer, de verdad, contar contigo aquí en La Rosa de los Vientos, contar en este confinamiento, en este momento que estamos viviendo, que se va a acabar de vivir dentro de muy poquito, no quiere decir para nada que se haya acabado el libro, es un capítulo, un capítulo más, pero tenemos que seguir luchando y escribiendo el futuro, que es importante y cada uno hacerlo desde su sitio. Eh, El tuyo es el mundo del libro y cada uno lo tiene que hacer. Otros eh, tenemos el micrófono. Yo creo que una de las cosas eh, que da y positivas eh, de esta crisis es que cada uno puede hacer lo que pueda, pero desde eh, su lugar. Y cada uno puede crecer eh, desde lo suyo. Y debemos eh, hacerlo, ¿no? Y que seamos eh, más importantes eh, para todos. Y para los nuestros, evidentemente, ¿no? Claro que sí, Bruno. Y vosotros... Eh, hacéis mucho por todos los que estamos en casa y que nos habéis estado acompañando eh, pues en, en estos días tan tan absolutamente difíciles para mí escucharos es como abrir eh, una ventana a la libertad julia Qué mil bonitos. gracias deseando leerte sí. de nuevo un beso a los dos silvia bruno gracias. y gracias a vosotros siempre que te queremos y yo a vosotros de los vientos en Onda Cero 46 minutos en la sintonía de Onda Cero Radio continúa La Rosa de los Ventos. Almodía Rosaventos en Twitter. Almodía Rosaventos. El programa el que vamos a tener en este siguiente tramo Todavía vamos a estar hasta las 4 de la madrugada con todos eh, vosotros Vamos a tener, bueno, vamos a contaros eso que pasó en su momento Cuando la CIA intentó poner en eh, micrófonos eh, Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal vais vosotros? O sea, ¿la CIA intentó eso? Sí, claro, la CIA, la CIA... osó Eh, intentar ponerle eh, micrófonos en el despacho del presidente del gobierno. Y también nos vas a hablar, en materia reservada, de los viajes a España tienen mucho que ver con el mundo del espionaje, de un hombre como Graham Green. Sí, Graham Green, eh, eh, todos sabemos que es un gran escritor. Lo que, no, lo que nos hemos enterado hace poco es que Graham Green lo que hizo fue visitar España durante 15 veranos seguidos con el único deseo oculto, porque era, era, era una tapadera, de poder informar posteriormente al Servicio Secreto Inglés, al MI6, de asuntos como qué pasaba en el País Vasco o, o, o qué pretendían los socialistas para España. Eso en tan solo unos instantes aquí en La Rosa os Ventos, en materia reservada. Y vamos a hablaros en Eureka de la luna de misterios, de la luna de mitos y leyendas. Os vamos a contar algunas cosas que creemos que tiene que ver con la luna. E igual no es eh, tanta la realidad, hay más eh, mito que verdad eh, científica en esas eh, creencias. Os vamos a hablar también en la cara B con una química que ha escrito un libro, no togarre, que tiene que ver con el coronavirus. Y también vamos a tener en encuentros eh, cercanos a una mujer que en 1947, en 1947, va a estar aquí en nuestro programa y ya es Próspera Muñoz, va a estar en nuestro programa, se convirtió en la primera apoducida de la historia de España. Dicen que es el testimonio más importante en relación al fenómeno OVNI en el mundo de España en el mundo. Pero antes, eh, más eh, pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas eh, que nos ofrece Silvio Casasola? Así es, bueno, pues mira, os recordamos, eh, queridos oyentes, que es un célebre pintor, que es un pintor contemporáneo, que tuvo a Sorolla como referente. Y aquí va la segunda pista, de quién estoy hablando, si sus hijos también se han convertido en artistas siguiendo la estela del padre, Las opciones que os damos son tomar nota, Juan Genovés, Eduardo Úrculo o Antonio Saura. Ya sabéis que podéis escribir a nuestro correo a rosa.vientos.com y también a nuestro Twitter con almohadilla Rosavientos. Nos decís si es Genovés, si es Úrculo o si es Saura y quien acierte de todos los que acertéis uno de vosotros tendrá un detalle del programa, eso sí hay que tener paciencia porque hasta que no acabe todo este jaleo del coronavirus no iremos enviando todos los, los detallitos vale pero llegar llegará que ese cambio es reclamado, pero llegar llegará así que participar que todo llega hasta salir a la fase 1 a la 2 y a la 3 todo llega, venga, mucha suerte 50 minutos sobre las 12 de la madrugada. Nos situamos en un momento en el que los agentes de la CIA, los agentes de la CIA intentaron llenar de micrófonos el Palacio Presidencial en España. Lo vamos a conocer aquí en Tirar de la manta en materia resapada con Fernando Rueda. La rosa de los vientos en onda 0. Parece un mito, pero fue realidad. La CIA, agentes de la CIA, intentaron escuchar lo que pasaba dentro de la Moncloa, Fernando. Sí, ocurrió un 28 de enero de hace exactamente 25 años. Felipe González era el presidente del gobierno, el primer socialista que ocupaba el cargo tras 40 años de dictadura de Franco. Apenas habían pasado dos años de su llegada al poder ...y todavía levantaba suspicacias en los aliados occidentales... ...especialmente en Estados Unidos. Les preocupaba, y mucho... ...el tema de la salida de la OTAN... ...la anunciada reducción de sus bases en España... ...y el acercamiento a su enemigo soviético. De hecho, González recibiría la semana siguiente... ...al ministro de Exteriores de la URSS... ...Andrey Gromico, en el Palacio de la Moncloa. Ese 28 de enero precisamente en el palacio de la Moncloa dos hombres paseaban por sus alrededores con cámaras fotográficas al hombro no podían estar allí, era una zona de seguridad descubiertos por unos policías, alegaron ser turistas y haber perdido no coló, fueron trasladados a la comisaría de palacio intentaron lo habitual, nombres falsos negativa a la embajada, de la embajada a contar quiénes eran eso retrasó un poco la identificación pero nada más eran Denis McMahon, segundo secretario de la sección política de la embajada y John F. Massey, personal civil de la base de Torrejón ambos de la CIA los interrogatorios no sirvieron de nada los detenidos sabían que no les pasaría nada por negarse a declarar España era un país amigo y la CIA mantenía grandes relaciones con el entonces CSI los dos abandonaron territorio español siguiendo la costumbre de no dar publicidad a lo que al final fue una retirada voluntaria, que si hubieran sido soviéticos se habría convertido en expulsión. Especialmente porque los dos ciáticos no eran unos cualquiera. McMahon era un experimentado agente de operaciones encubiertas, curtido durante tres años en la Unión Soviética. Y más ahí, era un experto en neutralizar sistemas de seguridad de edificios altamente protegidos. Sin embargo, algo empezó a cambiar ...hace 35 años... ...en la España que había, que había... estado sometida... ...al yugo del espionaje estadounidense... ...en contra de los hábitos anteriores... ...en Moncloa... ...filtraron la noticia... ...y el propio Felipe González... ...entró al trapo... ...para enviar un mensaje claro a Estados Unidos... ...España quiere dejar de ser... ...un territorio colonizado... ...en privado... ...el director del CESID... ...Alonso Manglano... ...mandó un mensaje a su colega de la CIA no les iban a permitir que se extralimitaran en España si lo seguían haciendo el gobierno pondría fin a esa excesiva libertad de actuación ¿creéis que sirvió para algo? claro que no unos meses después volvían a intentar espiar en el palacio de la Moncloa en este caso al vicepresidente Alfonso Guerra motivo por el cual la CIA sí que recibió un tremendo castigo pero esta es otra historia Una historia que no tenemos que olvidarnos, Fernando, y lo hemos contado que en esa época lo que pasaba en nuestro país interesaba mucho a la CIA, eh, porque eh, querían saber qué es eh, lo que ocurría en un país eh, que iba a ser importante en Occidente. y sí, porque al final al final ellos controlaban el, el país, ellos en, en la dictadura... Eh, cuando españa estaba absolutamente eh, eh, aislada porque los países europeos no querían saber nada de franco ellos fueron los que eh, hacían críticas en público diciendo la dictadura lo, los fascistas etcétera etcétera pero luego negociaron y negociaron en secreto con franco y franco accedió porque necesitaba un gran apoyo a una a, en, en los años 50 y estableció un acuerdo ...con bases americanas, etcétera, etcétera... ...pero a cambio tuvo que eh, eh, ceder a que la CIA pudiera hacer en España... ...prácticamente lo que le diera la gana... ...y eso estuvo haciendo hasta la transición... ...transición, que os recuerdo, que se hizo eh, gracias a que la CIA había apostado... ...por ese cambio de régimen que apostaron por el rey Juan Carlos y que eh, llevaron a cabo junto con el CECED que luego se convirtió en CECID y luego se convirtió en CNI eh, todo el apoyo para facilitar esa transición y que esa transición la llevara a cabo el Rijo a Carlos pero fue la CIA la que eh, pilotó esa nave ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? que en el 82 pues llegaron eh, los socialistas que por cierto ellos también les habían eh, dado un cierto apoyo porque preferían a los socialistas a, a, a que llegaran los comunistas. ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando llegó Felipe González eh, y empezó a, a poner en tela de juicio eh, a la OTAN, empezó a poner en tela de juicio las bases, pues se pusieron muy nerviosos, muy nerviosos, y entonces fue cuando desplegaron todas las operaciones posibles para tratar de saber qué eh, es lo que iban a hacer y para presionarles. ...para que eh, no redujeran ni su presencia... Ni, ...ni provocaran la salida de la OTAN. Y atención a la historia que vamos a contar ahora... ...con Fernando Rada en materia reservada. Materia reservada 2.0 Una historia, Fernando, que en primer lugar... ...tiene un protagonista vamos a conocer un poquito más sobre él pero es un personaje que se hizo importantísimo en la cultura mundial Graham Green. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Y qué pintaba sí. en España? Fíjate que es una historia que va eh, de alguna forma vinculada a la historia que acabamos de contar ¿no? La CIA nos espiaba en, en los años ochenta, en la transición y el MI6 el servicio secreto, ahora veremos cómo también a su aire lo, lo, lo hacía ¿no? Eh, ha salido hace poco un libro un libro de Carlos Villarflor que se llama eh, Viajes con, eh, con mi cura, fijaros el título Las andanzas de Graham Green por España y Portugal, en el cual hemos descubierto uno que la, la, Graham Green era un gran escritor, era un gran periodista que fue durante pocos años espía, pero que en realidad nunca, nunca dejó de ser eh, eh, espía. ¿no? El, Graham Green es el, eh, el autor, es un inglés que autor de, de libros que yo creo que a muchos le sonarán, como Nuestro Hombre en La Habana o como El Tercer Hombre, ¿no? pero que escribió un libro que yo sinceramente no conocía, no he leído, que se llama Monseñor Quijote y que, eh, que está inspirado en los viajes que él hizo por España en los veranos de 1976 a 1989 es decir, estuvo durante casi 15 años viajando por España, y viajando por España eh, curiosamente en, en un coche en un en Renault 5 y, que, y viajando con un cura Qué con fuerte. un cura que él había conocido en, en, en Inglaterra ¿Pero quién ido... ese cura? ¿Lo sabemos, pues, sabemos? Es que es muy divertido, es El, eh, Leopoldo Durán. O sea que es español, el cura. Sí, sí, era un cura español. Fijaros en que eh, le habían eh, en, en la dictadura, bueno, porque le habían mandado, debía ser el obispo le debió considerar un tío listo y le mandó nada menos y, nada más y nada menos que al King College en, en Londres a, a preparar su tesis que era sobre fijaros el título el problema del pecado y de la gracia en Graham Green, uh -huh. que ya era un gran escritor, entonces este se fue a Londres conoció a Graham Green, y bueno, tuvieron una cierta relación entonces, ¿qué pasa? que cuando Graham Green años después decidió hacer estos viajes, teóricamente porque bueno, él es un gran viajante, luego lo, lo, os explicaré el detalle, pero eh, eh, eh, lo más normal es que de repente dijera, oye, pues yo quiero visitar España, pero en verano y entonces se subieron el cura y se subieron él Eh, hay que decir que Graham Green era cosmopolita pero era estaba casado pero era mujeriego era eh, eh, se puede de casar izquierdas uno y puede ser mujeriego sí, sí, sí o sea, que, <risa> por eso digo que, que pero no se pero llevaría no se llevaría y, al cura de sus, a sus correrías bueno, bueno no, yo creo que no pero porque precisamente <risa> yo era, creo que no pero o no no, seguro Porque él, él era católico, y, ¿Y he qué dicho tiene ¿no? que, ver? que estaba casi, era mujeriego, pero se hizo católico porque su mujer le, eh, era católica, y entonces él fue católico toda su vida. Digo también por la contradicción de la personalidad, por eso por eso estoy reflejando estas cosas que pueden parecer contradictorias. Cuando el cura era, un, digamos, eh, conservador, un poco ingenuo y, y tal. Bueno, y ellos hicieron el, los viaje, un viaje... Eh, y permitirme que dé algún detalle para reflejar que era Graham Green, y la sorprendente de la historia que vamos a contar, es que llevaba, eh, iban en el coche y llevaban lo, como m, gran eh, equipaje botellas de vino, porque Graham Green no era capaz de, de viajar si no llevaba sus propias botellas de vino, ¿no? aunque no hubiera, no hubiera sitio. ¿no? Pero paralelamente a todo eso que os decía, me ha llamado mucho la atención que dividían los gastos del viaje. ¿Ah, sí? Y Entonces, el cura pagaba la gasolina, la comida y cuando dormían en conventos y monasterios. Pero Green pagaba las cenas y los hoteles. Le salía un poquito a ¿eh? Sí, sí, pero es que los hoteles eran de lujo. Claro, por eso. Y a Hans le Green un le encantaba por... la vida de lujo. Sí, sí, claro, claro. Y y entonces qué decir era una personalidad extraña que a nadie a nadie le, le, le extrañó y el cura lo único es que se mosqueaba por determinadas cosas por determinadas relaciones de Graham Green pero bueno se dedicaban a visitar visitaron fijaros toda españa todas estas cosas ¿no? pero y era el, una tapadera el cura el cura no pero no. porque Graham Green era un tipo listo ¿no? Eh, utilizó al cura como tapadera de él, sí, en ese sentido sí, sí. es decir, él eh, el, el cura no, no sabía nada, pero lo, Graham Green para poderse mover y para poderlo hacer inicialmente le utilizó a, para esa misión, luego es verdad que se hicieron eh, eran eh, la noche y el día y al final se hicieron pues íntimos, como pasa muchas veces en estas cosas con la gente que no que no eh, se parece, ¿no?, por, y efectivamente se convirtió en, en un momento de la transición, pues eh, con, eh, estaba allí. Eh, lo que pasa es que el cura eh, iba con él y, claro, no interpretaba como se debía, por ejemplo, la obsesión, al principio sobre todo, de Graham Green de ir al País Vasco, que era una zona que importaba mucho al, al Servicio Secreto Inglés por todo aquel tema del, del IRA y de sus sus relaciones, ¿no? Claro. O cuando preguntaba por los temas económicos Graham Green, porque una de las misiones que tenía era de informar sobre el posible ingreso de España en la de comunidad económica europea. Al cura le extrañó menos, por ejemplo, que eh, intentar hacerse amigo de, de insignes eh, socialistas, ¿no? Porque, claro, eran los que venían y el servicio secreto inglés necesitaba conocer de eh, su opinión, de, de hacer un gran perfil, pero bueno, fue eh, Graham Green era muy discreto, pero se hizo muy muy amigo de Enrique Tierno Galván, el alcalde de Madrid, mm. que se hizo alcalde, eh, ganó la selección, si no me equivoco, en el 79 y ya en 80 le, eh, le recibió oficialmente a Graham Green en la ciudad le recibió en la Alcaldía, le invitó a, a un almuerzo, le entregó la medalla de plata de la ciudad y le consideró un visitante ilustre. Lo que me temo que no sospechaba Tierno Galván, como no sospechaban todos, es que cuando Graham Green volvía a, a Londres, se dedicaba a escribir informes de todo lo que había hecho con un análisis O sea, que en cierto servicio. modo, en cierto modo aunque no era espía, pero espiaba a España para eh, los ingleses, ¿no? Claro. Es, es que ¿Con el, concepto de, el concepto de espía eh, a veces eh, es equivocado, ¿no? Porque pensamos que solamente es espía el que realiza una misión en la calle, el que hace un seguimiento. Sin embargo, y os voy a poner eh, un, un casos eh, reales, ¿no? Sin nombres. Eh, hay Yo he conocido profesores universitarios de estos que, que viajan mucho, que son especialistas en países del Magreb, que, va, que eh, van a cursos, que van a cosas, y que el el, CSID, el CNI, les pide a la vuelta que les informen de determinadas cosas o le piden eh, contactos con, con, con esos profesores, eso también es espionaje. Uh -huh. aunque se limiten a informar de lo que saben y de sus conversaciones, eso es espionaje. Otra cosa es que no esté en, en nómina del servicio secreto. Es decir, si, si dices Graham Green estaba eh, en la nómina, miran en la nómina y seguro que no estaba. Y a lo mejor incluso Graham Green ni siquiera cobraba porque tenía suficiente dinero, lo que a lo, posiblemente cobraría en especies. Es decir, en favores le, le pagaban el, el hotel de lujo. <risas> pues pues quién sabe. <ríe> yo creo que no porque no, no es, pero no, realmente no era era un lo servicio. Usted era un servicio que él eh, que él eh, hacía, hay que decir que no solamente era un gran escritor. Yo creo que si que no lo haya visto, yo el tercer hombre es una película mítica, ¿no? Uh -huh. Es, es eh, que que es decir, ganó un montón de dinero porque era muy buen escritor aunque fue muy controvertido en, en, en esto. Pero luego también hay que tener en cuenta que eh, Graham Greene eh, empezó su carrera, eh, se, se licenció en Oxford, es decir, que era un entre comillas señorito, y, y rápidamente empezó su carrera de novelista, de periodista. Es verdad que en, eh, que en 1941 le captó el, el servicio secreto porque su hermana había eh, trabajado ahí y estuvo tres años durante la guerra en África tampoco hizo gran cosa eh, en África pero luego al volver, sí porque luego al volver le eh, destinaron eh, a, a Londres y allí eh, estuvo en Londres y luego hablaremos eh, pero duró poco, digamos, en el, en el servicio secreto pero a pesar de, esta, de estar poco en el servicio secreto Eh, bueno, pues eh, él parece que como que fuera una cosa olvidada muy poco tiempo y sin embargo eh, de 1951 a 1954 estuvo por todo, como corresponsal de la revista Life, estuvo por todos los países de, de Hanoi, de, San, de Saigón, por toda esa zona que dicen que se, le encantaba Eh, pasarse por los fumaderos de, de, opio? de opio, ¿no? Iba de una guerra a otra, luego estuvo en Chile y se hizo íntimo de Allende, luego en Paraguay, en Panamá, estuvo con Torrijos, era íntimo amigo de, de Fidel Castro eh, en Cuba o de, du o de la gente de Duvalier en, en, Haití. en Haití, ¿no? Y tenía largas conversaciones, son muy famosas sus largas conversaciones con Fidel Castro, que sabéis que era alguien. Te decían que una vez que, que se ponía a hablar te podía estar... estar Vamos, podía estar el poniendo... hambre y las ganas de comer, ¿no? Se <ríe> juntaban, es, ¿no? Sí. Y entonces estaban mucho tiempo. Claro, entonces esto le dio una imagen eh, real, porque él era, digamos, bastante progresista y tal. Pero claro, la gente tenía confianza en él, pero ¿qué es lo que él hacía cuando volvía a, a Inglaterra? ¿A quién contaba? Si es que contaba a alguien la información que mantenía en las entrevistas, no tanto información super secreta que a lo mejor podía obtener, sino la, la perspectiva de qué es, eh, la visión de qué es lo que pretendía, por ejemplo, eh, Fidel Castro o qué pretendía eh, Allende, ¿no? Es decir, esa información que muchas veces es eh, cómo es este hombre, qué piensa sobre estos temas, esa información es vital uh -huh. para un servicio secreto, para tener un perfil de, de los dirigentes o sea que era, él, una, era un informador ideal lo que estás contando, porque claro, él con su tapadera de escritor y su tapadera de periodista tenía una relación supuestamente amistosa con todas estas personas que iba conociendo y, y era un foco de información para los servicios secretos británicos, que sí, que lo que tú dices, que vale, que a lo mejor no era un espía de campo, pero era un informador privilegiado. Claro, yo solamente haría un matiz, Silvia. A lo mejor él básicamente era un novelista, un novelista que escribía historias, porque él, eh, cuando hizo Nuestro oh, Hombre en La Habana, a, había estado allí, había estado viviendo allí y había estado hablando ya con Fidel Castro. Es decir, que todas aquellas cosas en un primer momento las llevaba a, a sus novelas, Digamos pero él no fue utilizado, o él fue utilizado o se dejó utilizar, pero él no fue el que llamó a la puerta del MI6, sino que el MI6, el espionaje británico, descubrió que él podía, que podía dar una serie de cosas que a ellos les interesaba. Efectivamente. Y por lo tanto, él, eh, lo que parece, porque todo esto son deducciones después de, de tanta gente que ha investigado su vida y sus cosas, es que él realmente era un tipo que se que, que simpático, era un tipo que le, un intelectual que hablaba de ética que hablaba de, de valores que, que decir que entraba en todas esas cosas que luego eso que su vida básica era eh, el ser escritor pero luego llegaba y joder es que tenía una información de narices es que tenía una, ya digo que muchas veces no son los secretos sino es poder hacer ese perfil de cómo es fulanito en la en la intimidad. Es decir, los servicios secretos seguro que tienen o que intentan tener un perfil de cómo es, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno. Cómo reacciona ante las situaciones, qué piensa, qué, qué, qué ética tiene, etcétera, etcétera. Porque es muy importante a la, de cara a negociar en el futuro, de cara a si tú le quieres presionar, saber cuáles pueden ser sus puntos débiles, es decir que todo eso es eh, muy importante, ¿no? Y aparte, luego también hay otra cosa que es verdad. Una vez que has estado en un servicio secreto, es muy complicado que rompas con ti, completamente con ese servicio secreto. Es verdad que este les daba muchos disgustos. Este era, era um, en, sobre todo era al principio, que el, los servicios secretos sabéis que eran absolutamente conservadores, Y, tal, y este era como bastante loco, como C bastante. Casquivano, casquivano. Por eso, pues, mujería, y esas cosas eh, eh, que, que en, en aquellos años, pues, uh, por Dios, asustaban, ¿no? Había que ser serio, caballeroso, etcétera. Sin embargo, a él se lo permitían, ¿por qué? Porque les daba información. ¿no? ¿Y ¿Los servicios secretos han utilizado en más ocasiones a este tipo de gente como tapadera para sus intereses? Seguro. Seguro, siempre, siempre. O sea, Graham Green no es una excepción, sino que es una norma, forma parte de una norma, ¿no? Sí, porque esto es lo que a veces hemos llamado, eh, los en España le llamamos los agentes eh, negros, ¿no? Mm. Que es gente que tiene su vida en la vida civil, eh, tiene una vida normal, y eh, utiliza eh, esa vida normal para hacer los trabajos, los encargos, que le pide el, el servicio secreto y que por lo, y que además eh, a Graham Greene le podían haber acusado de todo pero él podía haber desmentido perfectamente mantener ningún tipo de relación con el, con el MI6 porque la gente se lo creía un tipo que escribe también, un tipo que tiene estas cosas ¿para qué va a colaborar? ¿No? es decir, esta es un... Un tema importante. ¿Y Graham Green y, y tu admirado Kim Philby fueron fueron amiguetes tanto en asuntos de espionaje como en otros asuntos así de saliditas particulares? Pues sí, la verdad es que tuvieron una, una relación. Yo quería traeros hoy también a, a, a Kim Philby por, por dos motivos. Uno, por el que tú has dicho, Silvia, eh, que es el motivo que se conocieron Dos, dos, dos eh, agentes, digamos, tan tan brillantes. Y otro motivo es porque que os quería recordar que Kim Philby, igual que, que Graham Green espió en, en España, Kim Philby también estuvo en España espiando. Eh, es decir, ¿sabéis que Kim Philby eh, que se hizo, era un eh, tipo de, de familia noble, era un tipo que estudió en Cambridge y que bueno pues de repente eh, se hizo comunista se juntó con otros amigos que también eh, se hicieron comunistas y a partir de ahí él quiso cambiar el mundo, sobre todo pensando en, en, en ser antifascista, que era lo, lo que much, lo que mucha gente acababa en el comunismo ¿no? eh, él incluso eh, intentó entrar en el servicio secreto, pero como estaba un poco verde, un poco así, pues no le aceptaron y entonces él hizo todo un, todo un recorrido histórico eh, desde el, el comunismo hasta simular ser un fascista, es decir, él va a Austria precisamente a luchar contra el fascismo, se enamora de, de, de una chica Litzy Friedman en, eh, allí, se casa con ella, eh, como la van a matar, se, se la lleva a A, a Londres y en, en Londres es esta chica la que le presenta a un contacto del, del NKVD que era la KGB de entonces y entonces ya Filby entra ahí y intenta eh, se da cuenta de que para entrar en el servicio secreto que es lo que él quiere hacer y además lo que puede ser de más utilidad para los espías rusos eh, en, en el MI6 pues, no, pues eh, siendo comunista no le van a aceptar y entonces él hace se cambia la imagen y entonces, bueno, pues se pone se pone hecho un, un fascista, eh, se apunta a llevar una revista eh, fascista, eh, bueno, a todas estas cosas, y luego termina consiguiendo que le envíen a la guerra civil española. ¿no? Le mandan a la guerra civil española porque eh, el servicio secreto ruso quiere que asesine a Franco. Claro, él eh, va allí, consigue, viene a España, consigue pues nada que el de Times le, le haga un buen contrato, y aquí empieza a informar y se convierte en el periodista inglés que más apoya a Franco. Kim Philby, el que más le apoya. Y, y luego pasa aquella historia de, de, del año nuevo de 1937 en el cual eh, va, a, le lleva eh, la, la, lo, la gente de prensa eh, franquista, le lleva a la batalla de Teruel y allí son bombardeados precisamente por un cañón entregado por los soviéticos al bando republicano y tiene la suerte de que ese bombazo cae en el coche y eh, los tres periodistas que están con él en ese coche mueren y él queda mal Eso conlleva a que eh, se le presente la oportunidad de asesinar a Franco, porque Franco decide ponerle la Cruz Roja al mérito militar. Fijaros, Kim Filby le entregaron la Cruz Roja del mérito militar, siendo un espía de la KGB, y a Mikel Lejarza tiene la Cruz Blanca al mérito militar. Sí. Muchísimo menos de lo que tiene Kim Philby, ¿no? Y la relación entre ambos, ¿cómo se afragó? ¿Cómo comenzó? Pues, la, fijaros, os contaba esto porque... porque cada un uno ha trabajado por su lado y tenían el mismo la misma fuente de información o el mismo destino de información o trabajaban en informaciones juntos. No, cuando, cuando Filby eh, decoran acaba la guerra, se, se vuelve a, a Inglaterra, eh, finalmente consigue, ya siendo profascista, eh, consigue entrar en el MI6 y no tarda mucho en ser nombrado jefe del espionaje de la sección quinta, que es que comprendía España, Portugal, Gibraltar y algunos países del norte de África. Poco tiempo después es cuando entra y e es destinado a esa misma sección Graham Greene. O sea, que al principio, eh, que dura, que durante la Segunda Guerra Mundial, trabajan juntos King Philby y eh, Graham Green. Filby de jefe y Graham green de, de, de agente de, de campo, al cual manda incluso alguna vez a, a, a España. ¿Pero qué es lo que ocurre? Ocurre que llega un momento en que Filby se va asentando y le propone un ascenso. Aquí eh, la historia no, no está escrita a rajatabla, Es la deducción de los que han investigado esta historia. Y hay una tesis que cada vez está prevaleciendo, y es que Graham Green descubre que Kim Philby es un agente ruso. Y entonces decide eh, abandonar el servicio secreto y evitar, porque si, porque no quiere delatar a su a, a, o no quiere o no puede delatar a su jefe pero se ha dado cuenta de que no es trigo limpio, de que es un doble agente. Y Graham Greene se va. De hecho, eh, pocos años después, escribe un libro que es El Tercer Hombre, en el cual el, el villano ese que interpreta Orson Welles eh, estaría basado en, en El traidor eh, eh, Philby, Que era El Tercer Hombre, ¿no? Que era El Tercer Hombre. Claro. Y entonces, fijaros, eh, pero curiosamente se va y se quedan como tan amigos. ¿no? Ahora bien, y este es el, el, eh, un curioso final de la historia, la amistad entre ellos nunca se rompe. Ellos siguen siendo siguen siendo amigos hasta tal punto que cuando eh, Filby termina huyendo 15 años después de que, se, de que Graham green sepa que es un agente ruso eh, va a moscú y le escribe una postal para porque quiere hablar con él y en esa postal le dice se le escribe a nuestro hombre en la Habana utilizando el título ¿no? y a partir de ahí hace lo que fijaros todo lo que os he contado de, de que colabora y que no sé qué tal bueno les come, les hace la gran faena al MI6 raham green que decide prologar las memorias que se escribe en Rusia Kim Filby, que se llamaron Mi Guerra Silenciosa, y las prologa eh, Graham Green. O sea, que y tenían una está, amistad eh, muy férrea. Sí, y fijaros que no, que como, como supuestamente se Graham Green se va, entre otros motivos, porque dice, pff, está harto del sistema, alega que los jefes son unos inoperantes, pero todo, toda la investigación, todo lo que. Sea, eh, sus investigadores eh, llegan a, a, a la conclusión de que se va porque sabe que Filby es, trabaja para Rusia por lo tanto el final de la relación entre ambos fue cuando Green se dio cuenta de que no era trigo limpio para él eh, Filby, ¿no? efectivamente, hmm. y lo, lo que pasa es que él se va pero no no se va enfadado no se va ellos siguen manteniendo una, una relación Y al final, ¿sabéis qué pasa? que Graham Green, os acordáis de, de que hemos empezado hablando de Leopoldo Durán, el cura que hizo el viaje, sí. los quince viajes, en el Renault 5? el título de la tesis era El problema del pecado y de la gracia en Graham Green. Yo creo que Graham Green era en realidad un filósofo, alguien que debatía sobre la, la, las cosas. Él llegó a comprender que, que Kim Philby Eh, no solamente es, eh, es que fuera eh, un traidor que había que había eh, engañado a su patria, él vio, eh, digamos, una justificación, él vio algo que eh, desde su punto de vista era eh, algo que, que hacía que, bueno, que llevara a, a, a, a, a, digamos, mientras estaba jugando a ser un caballero, en realidad estar torpedeando el, el régimen. O sea, que era algo perdonable, que curiosamente... él, él, él perdonaba lo que estaba haciendo firme. Sí, y, y hay algo curioso porque John Le Carré eh, es, es que también fue espía y que también fue eh, y que es un prestigiosísimo escritor sin embargo se negó a ver eh, en algún momento estuvo en Rusia estando allí ya eh, Kim Philby y no aceptó eh, hablar con él porque le consideraba un traidor ...y consideraba que no podía hacer eso a su padre. Fernando... Claro, es que ángulos tan distintos. Mójate, mojate. mojate eh, dinos eh, nombres. Eh, personas sobre las que existe una demostración... ...que se han dedicado a escribir... ...que lo han hecho bien... ...y que han trabajado o han dado información... ...Graham Green es uno de ellos... ...a Servicios Secretos. Todos los... Eh, ...todos estos son espías. Sí, claro. Entonces estos sí, sí. trabajaron... Y, y, y estoy seguro de que todos ellos han hecho eh, ese tipo de trabajos y ese tipo de cosas. ¿no? La historia está llena de, de escritores que, eh, no solamente de ahora, es decir, algún Hombre, día claro. podemos recuperar a, a... Quevedo, el mismo Quevedo que, lo fue, a, en cierto modo, también. A TV, eh, claro. a, algún día podemos hacer un, un especial de Quevedo y de cómo fue un gran espía Y ha habido montones de escritores que han utilizado eso para, para pasar información. Tú sabes que, pero, sobre que, todo, sí. pero sobre todo, eh, Graham Greene se benefició de su etapa de periodista. Es decir, el ser periodista te abre tantísimas puertas que eso te facilita eh, obtener información. De hecho, sigue siendo una de las grandes tapaderas de los espías. ¿no? Hacerse pasar por periodistas porque te lo justifica todo. Tú sabes que muchos oyentes eh, te tienen a ti puesta la leyenda de que eres también una especie de espía a la hora de informar al, al CNI y por eso estás tan bien informado y lo cuentas. Claro, claro. Ya sabéis que eso lo hemos hablado muchas veces. Eh, cuando alguien te pregunta, oye, ¿y tú has tenido relación y tal y cual no? Es decir, ¿qué más da lo que digas, no? Porque si fuera verdad, lo, lo tendrías que, que, que negar. Que, y, que, si, negar ¿no? y si fuera ¿cuál, falso, cuál? pues eh, que, nadie te va a creer. Nada. O sea eh, que eh, ¿qué le vamos Fernando, a hacer, Fernando ¿no? una pregunta que tengo que hacerte. Eh, ¿Tú sabes algo de esto? ¿A ti te han hecho alguna oferta? Para trabajar para el sí. sí, claro, sí. Eso ya lo he contado. sí, sí. La, la oferta es que me la ¿Me la hicieron... has puesto... me, me ha servido en bandeja la pregunta? <risa> es que eh, a veces cuando te dicen es no trabajes para el CNI eh, a mí lo que me hicieron fue eh, pre decirme que por qué no les escribía me mandaron a un amigo que había trabajado ahí y que y me pidieron que les escribiera artículos pero que sobre cosas que yo viera y que lo único que pasaba es que eran como los artículos que yo escribía para, para mi periódico en aquel momento Y que lo único que pasa es que era para ellos, para su uso. Que no me pagarían eh, mucho dinero, pero que me lo... Encima, encima, ya pagaban mal entonces, ¿no? No, y fíjate Con que el es... problema, ¿sabes cuáles son estos casos? Eh, que yo que una vez que, que escribes el primero ya se acabó todo. Claro. Ya estás vendido porque a eso. Ya estás vendido. ¿no? Bueno, que yo según estabas contando la historia de Graham Green con su amigo el cura y el Renault 5 me acordaba de de Zela con su viaje a la Alcarria y su y su chofer también muy muy peculiar, la chica que, que se buscó saqué Pues parece ser que, que yo ya digo que no lo he leído, porque hace poco leí nuestro hombre en La Habana, para cuando escribí eh, eh, terminé mi libro de de destrucción masiva, mm -hmm. Nuestro Hombre en Bagdad, que tenía que ver con Graham Greene y con esto, pues lo volví a leer. Pero Monseñor Quijote, no lo he leído, ¿no? Pero debe ser, eh, Silvia, un estilo de eso en filosófico, ¿no? Es decir, porque eh, uno es el, el padre Quijote, el otro es el, el exalcalde comunista del Toboso, Eh, que hacen un peregrinaje y lo que hacen es debatir sobre el marxismo, la religión católica, decir, es, eh, es algo que, que debe estar bastante bien. ¿va? Fernando Rueda, hablándonos de un espía, un espía infiltrado, una tapadera, que tenía el espionaje inglés, el espionaje del M6, en la figura de un escritor importantísimo, el autor del tercer hombre, datos que se han conocido sobre las cosas que hacía Graham Green. Fernando Rada, mil gracias. Un abrazo fuerte y a ver si ya puedo ir a veros. ¿eh? <risa> a, ver, a ver si nos dejan ya por fin. Fase 1, por favor. <risa> Abrazos. cero la rosa de los vientos el círculo secreto el mundo ha cambiado dos meses aunque llevamos casi tres un poco extraños de las cosas extrañas que han pasado es la vuelta, el retorno a sus lugares de animales pero esta noche os hablamos de algo más damos un salto todavía más importante porque vamos a hablar esta noche en el círculo secreto de animales misteriosos animales desconocidos pero protagonistas de sucesos tan increíbles como los que vamos a contar Nos vamos a acotar junto a Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Silvia. Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal la Pedrero Cueva? Bueno, pues a... Miguel Pedrero, que ha investigado muchísimos eh, casos eh, relacionados eh, con este asunto. Muchos eh, casos relacionados sobre, a, con animales enigmáticos, animales eh, misteriosos. De los que hablamos esta noche, insistimos en el círculo secreto. Durante toda esta pandemia han vuelto los animales a algunos sitios. Pero estos casos son más extraños. Son casos de misteriosos eh, depredadores. Eh, Miguel eh, existieron y tú los has investigado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, la verdad es que son son casos absolutamente llamativos y absurdos, ¿no? Como como muchos de de otros fenómenos de naturaleza anómala que solemos tratar en el programa, pero en este caso todavía mucho más mucho más absurdos porque estamos hablando de encuentros con criaturas de aspecto grotesco, de aspecto monstruoso que en muchas ocasiones ...llegan a atacar incluso a animales y a y acabar con sus vidas... ...de una manera muy extraña y muy curiosa. Como digo, casos muy absurdos, pero sobre los que tenemos testigos y, y, y testimonios muy, muy creíbles. Eh, vamos a hablar un poco de las investigaciones que has hecho. Hay muchos casos de este estilo que suelen comenzar parecidos. Es la aparición de una serie de animales de granja que parecen haber sido atacados por un depredador desconocido porque tiene una serie de marcas que no corresponden con lo habitual. Sí, eh, eh, he tenido la oportunidad de seguir varios casos de este tipo, ¿no? que como digo son absolutamente absurdos y extraños. Eh, recuerdo eh, uno de ellos eh, especialmente que tuvo lugar en en Alama que es una pequeña aldea de, de del ayuntamiento de Dozón, en la provincia de Pontevedra, y este caso, como otros muchos, nos llegó de la mano de Marcelino Requejo. Recuerdo que, que ese día José Lesta y yo, José Lesta era... En, en esa época mi compañero de, de aventura siguiendo toda clase de fenómenos extraños y vamos a seguir una serie de casos ovni en, en un lugar de la provincia de La Coruña y en ese momento nos llama Marcelino y nos dice oye, ¿habéis visto lo que ha publicado el faro de Vigo? era una noticia corta y se refería pues bueno a varios animales que habían muerto de una forma muy extraña en, en este lugar, en, en Alhama y que los ganaderos y los vecinos estaban muy muy asustados incluso haciendo batidas Eh, nocturnas eh, armados con, con escopetas para, para dar caza al responsable de esos ataques total que allí nos plantamos no No nos lo pensamos dos veces y allí nos plantamos y, y enseguida localizamos a Mercedes Rodríguez y José Luis García que eran los propietarios de la explotación ganadera donde sucedieron algunos de estos casos los más llamativos ¿no? y, y la verdad es que estaban absolutamente impactados recuerdo que cuando llegamos en su terreno eh, Mercedes estaba, estaba haciendo una hoguera, precisamente para atacar al bicho, como lo llamaban allí, y que no atacara a los animales que estaban que estaban en ese terreno, incluso en el establo. Y, y José Luis lo que nos contó es que, en primer lugar, le desaparecieron eh, dos becerros. El, el primero fue en noviembre de 2001 y pocos días después eh, desapareció otro. Y luego aparecieron... Eh, Eh, muertos eh, de una manera muy extraña, es decir, fuese lo que fuese, que acabó con su vida, lo que le había provocado era una incisión en el pescuezo por la cual le había extraído toda su sangre y lo que es más llamativo, una incisión en el centro del cráneo por la cual había absorbido toda la masa encefálica de estos animales, ¿no? Y lo más curioso y lo más extraño es que alrededor de los animales no había ni una gota de sangre, ¿no? Eh, pero o sea, claro. que eso que atacaba a los animales Le chupaba la sangre Y les quitaba el cerebro es Qué sí, rarísimo, súper raro Muy, muy raro, muy, muy raro De hecho, eh, le desapareció otra cabra más Que apareció poco después Junto a un árbol, un sitio donde ya había mirado No como si el depredador Se lo hubiera llevado a algún sitio Lo hubiera matado de esa forma Y luego lo hubiera colocado en ese sitio Pero ya lo que le acabó de mosquear fue que, que claro, asustado por lo que estaba pasando, decidió meter a todos sus animales en el establo por la noche para que ese depredador no pudiera atacarlos. Y a la mañana siguiente, a esos de las de las ocho de la mañana, cuando entra al establo, se encuentra que una cabra ha fallecido de la misma manera, con esa incisión en el pescuezo, con esa incisión en el centro del cráneo, y los animales estaban muertos de miedo hasta el punto de que varias vacas habían roto las cadenas, ¿no? que es algo vamos, prácticamente imposible, habían roto las cadenas que, que, que, las amarraban dentro del establo, como consecuencia de, de, de ese, de ese pavor. Eh, recuerdo que inspeccionamos el establo y nos encontramos en, en, esas, en las, en las paredes, unas huellas, a unos dos, entre dos y tres metros de altura, unas huellas separadas aproximadamente unos ochenta metros, entre ellos, José Luis José Luis Rodríguez, José Luis García estaba convencido de que eran las marcas de ese depredador que había entrado en el establo por una serie de respiraderos que había cerca de del techo, ¿no? y, y bueno, al final lo que hizo fue poner una denuncia ante la comandancia de la Guardia Civil de la Lalin, concretamente en el Servicio de Protección de la Naturaleza, en el Seprona, dos Guardias Civiles acudieron al lugar, vieron, vieron a la cabra, a la cabra fallecida, levantaron un informe sobre la forma en la que habían fallecido, la forma tan extraña, y remitieron esa denuncia a la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad de Galicia, notificando las misteriosas, las misteriosas muertes. Pero lo que hizo la Consejería de Medio Ambiente es, digamos que, sacarse la patata caliente de encima, dijo que eso era competencia de la Guardia Civil y, sobre todo, lo más importante, que las características del ataque no respondían a ninguna clase de fauna bajo la custodia de la Consejería de Medio Ambiente, es decir, que no eran ni perros asilvestrados, ni lobos, si fueran ese tipo de animales, José Luis recibiría algún tipo de indemnización. Pero como las características no se correspondían, no recibió ningún tipo de indemnización por las muertes de esos animales y José Luis estaba muy, muy, muy cabreado. ¿no? Y, y así siguieron las cosas. De hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con un biólogo que, que contrató la Sociedad de Caza de Dozón, para tratar de hallar alguna explicación sobre esto, y el biólogo lo que nos confesó es que eso era muy extraño y no era el responsable de esos ataques, no era ninguna fauna conocida por la zona, desde luego que era algo tremendamente, pero tremendamente extraño. ¿no? Y en esa misma época, en esos mismos días, tuvimos la oportunidad de seguir otro caso, muy parecido en Muimenta, que es una localidad que está situada a unos 25 kilómetros en línea recta de Alama. Y en este caso fue una explotación ganadera en donde había avestruces ¿no? y aparecieron cinco avestruces sin cabezas y sin sangre, sin una gota de sangre. Pero además las cabezas, nos decía el propietario de esta explotación ganadera, habían sido cortadas de forma muy limpia, no como si hubieran sido eh, seccionadas con algún tipo de, de herramienta o algo... Uh -huh o algo por el estilo, ¿no? También estaba muy, muy mosqueado. ¿Hubo testigos en visuales? ¿Hay gente sí. que llegó a identificar visualmente a lo que atacaba a los animales? Sí, y esto es lo más curioso, porque estos animales, estos ataques de los que os estoy hablando, ocurrieron en el año 2002, pero es que en el año 2004 tuvimos noticias de que de nuevo habían sucedido en Alama sucesos muy similares, con lo cual de nuevo nos plantamos. Nos plantamos allí, cuando nos a llegar José Luis, recuerdo que nos dijo, hombre, vosotros aquí ya tardabais en llegar. ¿no? Y, y, y en realidad fueron varios ataques, no solamente a la explotación ganadera de José Luis, sino también a otras explotaciones ganaderas de, de la zona. Recopilamos muchísimos testimonios de animales fallecidos de la misma manera, perros de caza, eh, cabras, becerros, pollos cabritos, es decir, muchísimos animales que habían fallecido de la misma manera y de hecho, fijaros, dos elementos súper interesantes. A José Luis le desaparece un perro de caza y, y unos cazadores lo encuentran varios días después en medio del monte, muerto de la misma manera, con esa incisión en el pescuezo y en, y en el centro del cráneo, pero con unas garras, con unas huellas a su alrededor. Decían que eran como, como un, unas garras formadas por... Un, ...eran unas patas enormes formadas por tres garras... ...también muy grandes, ¿no? Algo muy extraño... ...luego le desapareció otro perro que encontró... ...y este perro que pudimos inspeccionar nosotros mismos... ...porque había sucedido esto hace dos días... ...eso le había provocado una incisión... ...ese depredador en, en, el, en el lomo... Y, ...y el perro consiguió sobrevivir... ...lo llevaron al veterinario... e eh, ...intentaron eh, curarlo y el perro estaba más o menos bien pero pudimos inspeccionar esa incisión que era una incisión perfecta en el lomo por donde algo le había extraído la sangre pero como digo había logrado sobrevivir pero lo interesante es que nos comentan que que, había, que hubo vecinos eh, tanto en alama como en cartelle cartelle es una aldea que está a un kilómetro tan solo de alama que algunos vecinos habían tenido la oportunidad de observar a este depredador ¿no? Nos hablaron de un testigo en cartelle como te digo un kilómetro de lama que se llamaba david torres y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo yo en octubre noviembre del año pasado volví a la zona para recabar más testimonios y, y lamentablemente me confirmaron que david torres había fallecido hacía algunas, algunas semanas no pero aún así en esa época en el 2004 logramos recabar su testimonio además fue fue un, un poco una aventura no os tengo que decir Porque el hombre estaba con el ganado en el medio del monte y los vecinos nos dijeron, oye, está por ahí en el monte, no tiene pérdida, os metéis por este camino, luego no sé qué. Bueno, nos dieron una serie de indicaciones. Y, ahí, y allí llegamos eh, José Lesta y yo como unos asquerosos urbanitas y si pasó lo que tenía que pasar que nos perdimos Vamos, que, que, no, que todavía estáis buscando a dónde os manda oye ¿no? eh, miguel y en algún momento eh, no ha habido ninguna cámara que haya registrado eh, cierta imagen o algo de, de, del, del animal susodicho o dicho o lo que fuera no pero pero veréis tenemos la descripción que es absolutamente increíble es decir cuando nosotros no encontramos a este hombre regresamos no sé cómo <risa> logramos regresar a, a esta a esta aldea cartel y entonces vimos a un hombre ...hombre que entraba en la aldea con, con su ganado y dijimos, pues puede ser esto... ...entonces nos acercamos a él y le preguntamos, ¿es usted David Torres? Y dijo, sí, sí. ¿Quién pregunta? Bueno, mantuvimos una conversación... ...y yo recuerdo, él nos describió a este ser, ahora os lo cuento... ...pero yo trataba de, de ser racional y le preguntaba, pero ¿no podría ser un perro silvestrado? ¿No podría ser un lobo? ¿No? Y ese hombre me miraba con cara de, de, de agarrarme por el pescuezo... ¿no? Y, y me decía, pero vamos a ver, si yo estoy harto de ver lobos. He tenido lobos como tan cerca como estoy de ti ahora mismo. Yo me he enfrentado a lobos. ¿no? O sea, sé exactamente lo que es un perro asilvestrado, sé exactamente lo que es un lobo, y esto era diferente. Esto sucedió en enero de 2004. Él iba en un automóvil con un amigo, eh, eh, estaban entrando en esta aldea, en Cartelle, y las luces de ese automóvil iluminaron a un animal que cruzaba la carretera y que se quedó parado enfrente de ellos ¿no? y la descripción es tremenda este animal tenía un cuerpo pequeño como si fuera un gato, ¿no? de color negro pero tenía una cola que era tres o cuatro veces el tamaño de su cuerpo pero lo más extraño era su cabeza su cabeza era tan grande como su cuerpo tenía carecía de hocico tenía rasgos de mono orangután unos ojos rojos luminosos enormes y unas orejas, unas orejas también muy grandes en forma de murciélago. Días después, localizamos a otro testigo en alama José Cervela, que también vio a a este animal y nos lo describió exactamente de la misma manera. Fijaros qué cosa más extraña. ¿Y no se conocían entre ellos? Sí, sí, claro, sí, sí, se conocían porque, porque, como te puedes imaginar, en una zona de unas aldeas que distan a un kilómetro, todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿no? pero lo habían visto en días diferentes y, y uno del otro no sabían absolutamente nada. O sea, es decir, José no sabía que David lo había visto y David no sabía que José había observado a ese animal. Ahora es el momento de hablar de un fenómeno que tiene que ver con los animales que es, tiene origen británico pero se ha extendido un poco por todos los sitios. ¿Son los llamados? ¿Qué son? ¿Qué describen los testigos? ¿Qué hacen? Los, se llama así, Alien Big Cat. Exacto, exacto. O, o dicho de otro modo, Panteras Fantasma, que como tú muy bien has explicado, es un fenómeno que parte fundamental de, fundamentalmente de Gran Bretaña, ¿no? pero que también ha ocurrido en otros muchísimos países del mundo, pero en Gran Bretaña sucede sucede muchísimo, y es que en unas determinadas zonas, en, en ciertos momentos, durante una época se observa un felino de grandes dimensiones, normalmente un tigre o una pantera, que es observado por muchas personas, incluso es fotografiado y filmado, las autoridades toman cartas en el asunto, eh, hay batidas para encontrar este animal, pero aunque a veces se encuentran restos del animal como pisadas, nunca se encuentra al animal. Por eso se habla de panteras fantasma, porque es imposible que este tipo de depredadores existan en determinadas zonas de, de Inglaterra, de Escocia, de Canadá, de Irlanda, de Nueva Zelanda, y que y que nunca se ve con estos animales, ¿no? Es absolutamente extraño. Sí, en realidad es como si no existieran, al menos en este plano físico, aunque aparecen. Eh, el fenómeno es bastante parecido al de los ovnis. Exacto, exacto. Y si queréis, luego entramos en, en ese aspecto, porque es exactamente igual. Es un fenómeno que es observado por varios testigos, que deja rastros físicos de su presencia, pero que tiene esa capacidad de materializarse y desmaterializarse, es decir tiene forma física, deja rastros pero a la vez es algo más vinculado con lo etéreo con lo fantasmal, con la capacidad de materializarse, como digo materializarse, aparecer y desaparecer, ¿no? y esto es algo muy propio de este tipo de casos que yo también he tenido la oportunidad de seguir en España, además casos tremendamente interesantes, que si queréis Os comento... os comento. Mira, vamos con ellos. Cuéntanos. Bueno, por ejemplo, uno muy interesante que sucedió en Abadín, que es una localidad de, de Lugo. Esto ocurrió entre enero y febrero de 2002, como veis, en, más o menos en las mismas fechas que los ataques de Alama que he comentado anteriormente. Y en este caso eh, fueron varios animales atacados por un felino de grandes dimensiones, dos potros, que fueron desgarrados completamente y luego una vaca de, una vaca premiada de 500 kilos de peso que también falleció de la misma manera en un monte cerca de Abadín. En todos los casos, ese depredador les había des desgarrado completamente el cuello. Recuerdo que cuando llegamos al lugar tuvimos la oportunidad de hablar con, con los propietarios de esas explotaciones ganaderas, nos enseñaron dónde estaban los restos de esos dos potros y os puedo contar una anécdota que, bueno, pues estuvimos inspeccionando la zona sacando fotografías hablando entre nosotros y se nos hizo de noche ¿no? y en un momento determinado alguien dijo oye, que aquí hay un felino de grandes dimensiones que ha matado hace dos días a estos potros ¿no? y nosotros estamos aquí a no lo mejor... ganas, ¿no? de, de <ríe> a lo mejor conviene irnos de aquí bueno, pues sí casi que nos vamos Casi que nos vamos a ir, pero la, la por ejemplo la vaca, eh, que, que falleció de la misma manera, bueno, era un espectáculo absolutamente eh, eh, dantesco. Pero lo interesante de este caso es que, es que un vecino de la zona, Ramón Lurigados, tuvo la ocasión de observar a, a este animal, e incluso de recoger algunas muestras de su pelo. Esto es muy interesante. Eh, se lo encontró una noche eh, a un lado del camino, al lado izquierdo, de la carretera por donde él circulaba, este animal pegó un salto y pasó por encima de la alambrada. Y Ramón hizo algo muy inteligente, apagó el motor para escuchar las pisadas de este animal y no solamente escuchó esas pisadas, sino también el tintineo de la alambrada. Es decir, que este animal al, al pegar ese salto rozó con la alambrada. Entonces a la mañana siguiente Ramón se acercó a esa zona y encontró en la alambrada algunos pelos, pelos que nos cedió y que y que nosotros llevamos a, a varios biólogos que aunque no pudieron determinar exactamente a qué animal pertenecía sí nos dijeron que era un animal, un felino de grandes dimensiones y que desde luego no correspondía a pelos de, de perros ni lobos ¿no? Y que no de... existían en esa zona? Claro, lo importante, sino a miles de kilómetros de allí Claro, y también hubo batidas, también mm. intervino la Guardia Civil para tratar de capturar a este felino y nada ni una sola pista ¿y no aparece en determinada época que se repite o puede ser en cuando quiera? es como una son como las oleadas ovnis ¿no? en un determinado lugar en cierto espacio temporal pues aparece un animal o varios animales de este tipo como los ovnis y luego nada más todo se apaga no hay casos, no hay avistamientos de ovnis o de animales extraños que más da? y el tema se olvida Este caso, como os digo, ocurre en, en Abadín, en Lugo, pero hay un caso todavía muchísimo más interesante que también tuve la oportunidad de seguir en su momento. Viajé bastantes veces a la zona a entrevistar a testigos y ocurrió en septiembre del año 1999 en una localidad forensana que se llama san cibraudas Viñas. ¿no? Y en esta ocasión fue espectacular porque cuando llegamos se estaban produciendo batidas de la Guardia Civil y de Protección Civil en jeeps y en helicópteros. Para, dar para identificar y capturar a ese animal intruso, Exacto. que podía estar prologando incluso un mal en los animales de la zona, aquí, de ganado, claro. etcétera, etcétera. Bueno, o, o incluso estaba poniendo en peligro la integridad física de los vecinos claro, y de los niños. Que lo ¿No habían recuerdo? visto, claro. Claro, yo recuerdo que, que los padres no dejaban a los niños jugar muy alejados de donde ellos estaban, todos los niños estaban jugando juntos y los padres al lado no los dejaban salir solos de casa ni, ni jugar por la noche por ahí por el campo como era habitual que, que, que hacen los niños no sobre todo en, en estas en estas zonas rurales pues obviamente tienen todo el campo a su disposición y, y recuerdo a una de las testigos que, que es un caso es una historia espectacular ella se llamaba Benita Canal en esa época tenía 73 años y la buena mujer nos contaba que una mañana, a pleno día, eso de las 10 de la mañana, estaba trabajando en su finca arrancando unas hierbas y de pronto escuchó el rugido de un animal salvaje a sus espaldas. ¿No? Y la buena mujer se da la vuelta y se encuentra, nos dice que aproximadamente a 4 o 5 metros de donde ella estaba, una fiera, que ella dice que era una pantera muy grande, que estaba retozando en la hierba. <risa> Y usted, ¿qué hizo? Y dice, madre mía. Y dice, pues sin, sin perder la vista del animal, muy despacio, muy despacio, alejarme y, y, y meterme dentro de mi casa. Otro vecino, otro vecino, que se que se llamaba Juan Davila, este era un cazador, también un hombre de campo, y a las 8 de la mañana se encontró a esta pantera, pero no a 4 o 5 metros, sino a un metro. Se lo encontró a un lado del camino. De un camino por donde iba caminando, Y ahí se la encontró a esta pantera retozando. ¿no? Y luego muchas personas observaron a esta pantera, sobre todo conductores que tuvieron la oportunidad de, de iluminarla. Hubo ataques a, a varios animales. Eh, recuerdo que hablamos con, con un ganadero al que este animal había matado a seis ovejas absolutamente descuartizadas. Les faltaban unos 15 kilos de carne a cada una de ellas, absolutamente despedazadas. Y, y lo que nos comentaba este ganadero es que son no, que que a sus animales los habían atacado eh, perros asilvestrados y lobos y no se correspondían con las características de esos ataques. Era un felino de grandes dimensiones, sin ninguna duda, y estaban bastante bastante asustados. Pero como decías tú antes, Bruno, este fenómeno, tal como apareció, de repente desapareció. Como los ovnis, eh, en cierto modo. Y nos hace pensar en mucho si el origen de este fenómeno no tiene nada que ver incluso con la criptozoología, es otra cosa. Y... Esto nos hace pensar también algunos casos, porque son muy románticos, muy interesantes, pero también hay otra hipótesis, por ejemplo, los casos de Yetis, sí. que han protagonizado muchos alpinistas españoles también. Sí, en su momento me dediqué a entrevistar a algunos alpinistas españoles que habían tenido la oportunidad de encontrarse con el Yeti, es decir, de eh, gente muy prestigiosa, muy seria, nada nada dados a las fantasías, que se habían encontrado bien con el Yeti o bien con huellas del Yeti. Y, y no son los únicos, hay muchísimos, muchísimos alpinistas de todos los países del mundo, por no hablar de los propios habitantes de Nepal, de Tíbet, de los Himalayas, que se han encontrado con este ser. Me estoy acordando, por ejemplo, del caso de José Ramón Bacelar, que que es el propietario de de una agencia de viajes, Viajes Sanga, y un y un gran eh, explorador y alpinista. Y este hombre en, en el año en noviembre del año 2006 estaba haciendo una ruta Dolpo Mustang por la vertiente nor norte eh, en esa en ese momento era una zona absolutamente virgen del Tíbet, es decir, que nadie había pisado, es decir, estaba pisando una zona que nadie había pisado, ¿no? Era una zona muy muy difícil de visitar que le costó muchísimos años de esfuerzos de permisos de conseguir a los serpas y, y en esa expedición pues tuvo la oportunidad de encontrarse con fenómenos alucinantes por ejemplo tuvo la oportunidad de observar la mayor manada de barales que también son conocidos como corderos azules de la que se tenga conocimiento hasta el momento ¿no? y se encontró entre otras cosas a seis6000 metros de altitud con una rareza geográfica extraordinaria, no única en el Himalaya, una meseta de cinco kilómetros de largo por tres de ancho a seis mil metros de altitud, ¿no? algo que pudo fotografiar. Y él me comentaba que en los años ochenta, cuando estaba en Carmandú, en la capital del Nepal, él compró algunos libros, ojeó algunos libros, de la asignatura de historia natural que se daban en las escuelas del Nepal en esa época, y es muy curioso, porque en la parte dedicada a los mamíferos pues uno de los mamíferos que aparecían en esos libros de texto de historia natural era el hombre de las nieves. <risa> que no deja de ser. sí Sí, sí, sí, que no deja de ser curioso y además mucha gente lo había visto. Él dice que recabó muchísimos testimonios en su momento, pero que no les prestaba atención, que más bien pensaba que era una leyenda local, ¿no? que no le daba mucha atención, hasta que durante esa expedición, en noviembre de, del 2006, él estaba pasando por un collado, por un paso entre, entre montañas, y de pronto escuchó a los serpas que iban delante de él, gritando Yeti yeti yeti yeti yeti, ¿no? Y de pronto se encuentra en la nieve, con unas huellas enormes, de un ser bípedo que había pasado por allí hacía poco tiempo, y lo más curioso, ¿no? Y es que más o menos a mitad de esas huellas las marcas de un trasero enorme. sí, sí y no solamente eso sino también que había rastro de líquido es decir que el yeti yeah. había, había echado una gran meada <risa> en la zona y él y él eh, fotografió, eh, fotografió esas, esas pisadas me cedió las las fotografías pero de lo que siempre se arrepintió dice dice me conta que no se me ocurrió en ese momento es coger un paño y mojarlo en ese líquido ¿no? claro. para llevarse una muestra de la supuesta orina Y es que ¿no? ahí pero, no, no estaba todavía muy popularizado lo de CSI Claro, <ríe> no lo claro pero eso decía que, que, que, se, que se iba a arrepentir toda su vida, pero no lo pensó porque los serpas lo estaban llamando, le estaban diciendo que tenían que apurar la marcha porque no querían que se les hiciera de noche, tenían que encontrar un sitio para acampar si no podía ser muy peligroso. ¿no? Con lo cual él se dedicó, pues tuvo un par de minutos para echar una ojeada, fotografiar esas huellas y seguir su camino Otro de los eh, montañeros españoles eh, que lo ha visto es el conocido eh, tú lo has eh, entrevistado también César Pérez de Tudela es otra de las personas que ha visto a estos, a estos seres ¿no? Exacto, y esto, esto ocurrió en una fecha más lejana en el año 1973 eh, en ese año eh, César Pérez de Tudela regresaba de una ascensión solo, una ascensión solitaria a la Napurna que son unos picos himalayos que están aproximadamente a siete mil metros de altura. Y él, en ese momento se dirigía al campo base, que estaba situado a unos seis doscientos metros de. de altitud. Eh, entonces, en esa, en ese descenso, él se adentra en un bosque, en una especie de bosque, y, y de pronto, pues delante de él se encuentra con una forma humanoide, esto es lo que me contaba, eh, un, alguien eh, una forma humanoide, un ser desnudo de un pelaje más bien rojizo, tirando a negro. Cuando lo entrevisté, César Pérez de Tudela, no quería hablar demasiado del asunto. no eh, Era algo, y es algo de lo que no le hace mucha gracia hablar. Él reconoce que ha visto lo que él cree que es el Yeti, pero no tiene muchas ganas de hablar de, de ese tema. Así que le tuve que insistir bastante en, en el tema para para que me lo contara. ¿Y qué te, te que, contó? ¿qué te dijo? Bueno, si, si queréis lo escuchamos. Lo vamos a ir vamos a escucharlo. Pero cuéntanos, César, ¿qué, ¿qué es lo que viste? ¿Tú qué es lo que viste? No, un, un personaje. ¿Pero cómo era? ¿Cómo era? Grande, Era grande y me cubierto, pareció... ¿Cubierto de pelo? Sí, me pareció co... grande y cubierto de pelo. Porque efectivamente lo que sí es cierto, y es en esto que fueron unos segundos, uh -huh. pueden ser segundos. A veces la intensidad del tiempo es muy difícil de, de, de medir también. Sí, yo lo que siempre tengo el detalle de que yo llevo a la frontal puesta porque era el atardecer en el interior de un bosque, el bosque de delete, y esa luz se reflejaba como cuando iluminas a un gato te devuelve los ojos del gato pues el, los ojos de, de este personaje eh, fuere, fuere cual fuere eh, me los devolvió inmediatamente pues sería como una distancia como 6 metros, 7 metros eh, eh, eh, se, se asustó y desapareció yo no me asusté pues pareció luego y yo dije coño esto es... Soy ha sido un jetty, he visto a ese, a ese personaje que ha pasado por aquí, eh, que me ha mirado que se ha ido sí, no, no, le di, no le di mayor importancia pero cuando Messner, el famoso alpinista explorador, hace sus viajes por, por, el, por el Tíbet y por el Himalaya y empieza a deducir que eso no que es un oso tal, un oso langur etcétera, entonces cuando yo digo pero que esto, pero que yo y además yo ya había recopilado todas las andanzas todas las visiones de occidentales de zoólogos de profesores universitarios de médicos, visto una Bisdunan dirige la expedición del 64 leveres y entonces eh, confiesa que ahí estaba el Yeti al atardecer, siempre al atardecer siempre cubriéndose la retirada y no fue lo único que te contó, ¿no? Exactamente, él, él como veis tuve que insistir bastante para que para que me hablara del tema él, él me decía que, que no le hacía mucha gracia contar esta historia, pero bueno si le preguntaba insistía no tenía más remedio la criatura que se encontró caminaba erguida. Medía más o menos dos metros de altura, cabeza ovalada, brazos fuertes y musculosos, manos largas, pectorales muy marcados y cubierto de pelo, vamos, lo que es la típica imagen de Yeti. Y de hecho César Pérez de Tudela está absolutamente convencido de su existencia y también está convencido de que fue la presión de, de los serpas que, que invadieron el territorio de, de los Yetis los que provocaron que estos animales o estos homínidos tuvieran que huir de su entorno natural. Si queréis, escuchamos a César. Venga. Es un ser que ha sufrido un genocidio, es decir, eh, eh, los serpas mmm, extinguen prácticamente al Yeti, lo extinguen por un problema de, de conflicto de territorio. Ahí estaban los Yetis, eh, habían aguantado las, las glaciaciones, después de las glaciaciones quedan cercados en el, en el Himalaya, no tienen ninguna posible evolución porque no hay relación con otros primates o, o prehomínidos o homínidos, ¿no? Esto es eh, lo que te contaba, que es, insistimos, en lo que han vivido muchos montañeros y alpinistas españoles y de otros países. Exacto, exacto. Como, por ejemplo, otro muy conocido, conocidísimo, Jesús Calleja. ¿no? Uh -huh. eh, eh, él, eh, además, tuvo la oportunidad de encontrarse con el Yeti en la zona de Mustang, donde José Ramón Bacelar observó esas pisadas de las que hablaba hace, hace un rato. ¿no? Eh, Jesús Calleja comenta que que junto, junto a otras personas, junto a otros alpinistas y, y algunos serpas, pues de pronto observaron a lo lejos algo que en un principio parecía que era una piedra, pero de pronto esa piedra se levantó y comenzó a correr. ¡Ostras! Sí, sí, y se trataba de una figura humanoide, cubierta de pelo, también de gran tamaño, corría a dos patas, y los serpas empezaron a gritar ¡Yeti, yeti, yeti! Y, y, y soltaron las cestas de comida que llevaban y huyeron, ¿no? Eh... Según confesó Jesús Calleja, estuvieron aproximadamente diez minutos viendo a, a este Yeti, porque a medida que huía, de vez en cuando se paraba, se giraba y miraba hacia atrás, ¿no? miraba a, a estos seres humanos que lo estaban observando. ¿no? Esa noche, los serpas durmieron juntos en la misma tienda, y Calleja y sus compañeros hicieron, hicieron lo mismo ¿no? que, que hacían los serpas, que estaban bastante asustados, ...de lo que habían visto, sí, sí... ...y también lo vio otro montañero español... ...otro expedicionario... ...una persona muy completa... ...pero eh, en otra zona, en Pakistán... Eh, ...lo conocían los lugareños como Barmanu... ...exacto, exacto... Es, ...estamos hablando de Jordi Magraner... ...que desgraciadamente falleció... ...en agosto de, de 2002... ...la policía pakistaní... halló los cuerpos sin vida... ...de este zoólogo español y de su asistente... ...que se llamaba Guazir Ali... ...en una casa en una remota aldea del valle del Kailash en Pakistán, ¿no? Jordi Magraner, que era español, trabajaba en ese momento para el Museo Nacional de Historia Natural de París y llevaba nada más y nada menos que 15 años en este lugar tan remoto y apartado intentando demostrar la existencia del hombre de las nieves que como muy bien explicabas tu Bruno en nuestra zona se conoce como Barmano, ¿no? Jordi Magraner se mimetizó con los habitantes de la zona. Aprendió el idioma. Aprendió a moverse por estas zonas absolutamente inaccesibles con picos de más de 6.000 metros de altura. Y, y él consiguió cientos de informes, eh, fotografías, grabaciones de testigos, incluso dibujos, de lo que muchas personas habían visto. Él incluso decía que tuvo la oportunidad de escuchar el, el aullido o el grito de este de este barmano ¿no? entre todos los testimonios que obtuvo pues por ejemplo podemos quedarnos con el de un pastor que se llamaba Pardun Kar, Pardun Khan, perdón, que este hombre contaba que, que un día pues a pleno día de pronto eh, empezó a, a sentir a a, a oler eh, algo un olor absolutamente nauseabundo como si fuera él decía como un perro que había muerto hacía tres o cuatro días ¿no? este hombre se gira hacia ...la zona de donde viene este olor nauseabundo... ...y se encuentra a un, a un homínido... ...a un ser de aspecto humanoide... Eh, ...a unos tres o cuatro metros de distancia... ...donde él se encontraba... ...medía entre unos 70 y unos ochenta metros... ...él lo describía de la siguiente manera... ...cubierto de pelo... Eh, ...tenía una gran musculatura... ...cara ancha, cuello corto... ...piernas y brazos muy largos... ...muy fuertes, nariz chata prominentes cejas y estuvo observando a este ser durante dos horas, porque él estaba observando a este yeti y el yeti lo estaba observando a él ¿no? durante aproximadamente dos horas. Y Jordi Margraner también tuvo la oportunidad no solamente de recopilar testimonios, sino también de hacer hacer moldes de huellas de, de este barmano, ¿no? incluso, como digo, escuchar sus aullidos. Desgraciadamente falleció en agosto de 2002 y fue enterrado con todos los honores por la tribu Calas. Uh -huh. Otro investigador español, otro viajero que ha tenido encuentros, eh, que ha sido testigo de lo insolente testigo de este tipo de seres, es el conocido y querido, muy querido, Luis Miguel Domínguez. Efectivamente, que entrevistamos no hace demasiado en este programa, en La Rosa de los Vientos, con motivo de, de, de la experiencia cercana a la muerte que, que vivió como consecuencia de un ictus, ¿no? Bueno, además os tengo que decir que un par de días tuve la oportunidad de, de hablar con él y su recuperación avanza Qué bien. extraordinariamente bien. es una buena noticia. Bien. Sí, porque de hecho eh, me comentaba que ya se levantaba de la silla de ruedas y daba sus paseos y de hecho hace unos días me decía que había salido a la calle a pasear, a dar una vuelta, con lo cual, bueno, la recuperación está siendo muy dura, todos los días me decía cinco o seis horas De, de recuperación pero que De ejercicios Pero que bueno, que, que está que está en ello Y, y se está recuperando Y está pues. dando su fruto además Exactamente, pues pues Luis Miguel Domínguez Que, que es un conocidísimo naturalista Y periodista que, que ha hecho infinidad de series Para televisión Pues él se fue a las selvas del Dietán Con un equipo de televisión Para hallar testi testimonios sobre el UOI Que es como Como se conoce ...al hombre de las nieves de esas tierras, ¿no? Es un animal desconocido o una forma humana no evolucionada... Eh, ...de aspecto mínido, cubierto de pelo, huele muy mal... ...y, y en ocasiones los avistamientos no son eh, de uno solo... De, esto, ...de estas criaturas, sino que va acompañado de otros congéneres... ...a veces parece que, que de crías, ¿no? Y él obtuvo muchísimos testimonios sobre la existencia de este ser, no solamente de, de personas que se han encontrado con él, sino también de biólogos, antropólogos de la zona, profesores que han estudiado este tema y que también han recopilado mucha información. De hecho, él está completamente convencido de la existencia de, de, de, de este ser, del, del huoi, del hombre, de las nieves, del islam. ¿Y se puede decir que ese ser... Y todos estos seres de los que hemos estado hablando, ¿existen y no están catalogados o tienen otro tipo de origen? Bueno, aquí, aquí entraríamos en, en un arduo debate. ¿no? Por un lado, eh, obviamente habrá quien piense que todo esto es fruto de la imaginación, pero a mí me cuesta creerlo. Es decir, son demasiados los testimonios, son demasiadas las pruebas físicas, es decir, los rastros... ...de sus huellas, como para pensar que todo es fruto de la imaginación... ...es decir, es fruto de la imaginación de los serpas... ...es fruto de la imaginación de prestigiosísimos montañeros y alpinistas... ...que no tienen absolutamente nada que ganar contando esta historia... ...de hecho, a, lo, a la mayoría de los que tuve la oportunidad de entrevistar... ...no les hacía mucha gracia contar esta historia... ...es decir, pues no tenían ningún problema en contarme sus expediciones... Eh, ...las aventuras que, que, que tuvieron que, que pasar... ...los sufrimientos... ...lo que significaba la montaña para ellos... ...todo eso no tenía ningún problema... ...pero cuando tocabas el tema... ...de ese avistamiento... ...pues tenían ciertas reticencias... ...aunque ante mi insistencia... ...pues me confesaban que sí... ...que efectivamente habían observado... ...a un ser eh, que podía definirse... ...como el hombre de las nieves... O, ...o el yeti... ...como digo, gente que no tiene nada que ganar... ...y sin mucho que perder... ...por lo tanto, para mí... Eh, la posibilidad de que todo sea fruto de la imaginación está absolutamente des descartado. Por otro lado, eh, fijaros, esto no es algo novedoso. Ya en el siglo XIX se hablaba de este tipo de seres, de este tipo de homínidos que aparecían en, en determinadas zonas agrestes. Y en este caso se les llamaba de dos maneras. Y fijaros qué curioso, no hemos cambiado tanto. Se los denominaba o bien gorilas de montaña o bien diablos de montaña. Quien les llamaba gorilos, gorilas de montaña, pues quería significar que estos seres existían, es decir, que eran alguna clase de homínidos o de animales no catalogados. Pero quien los denominaba diablos de montaña, quería decir que eran más bien algún tipo de entidad sobrenatural, seres espirituales, incluso eh, algunos pensaban que maléficos. Es el mismo debate respecto a los ovnis, es decir, son seres extraterrestres que llegan a nuestro planeta en sus naves físicas de chapa que aterrizan y dejan rastros o nos enfrentamos a algún tipo de inteligencia que maneja nuestros mitos y que en realidad procede del espacio-tiempo o de otros universos paralelos precisamente por esa capacidad de materializarse, desmaterializarse, controlar el teatro de operaciones, interactuar con la mente de los testigos. Es decir, nos enfrentamos a algo... ...más físico, un fenómeno que observamos de un modo más antropocéntrico... ...es decir, como si fuéramos nosotros explorando otro planeta... ...vienen aquí con sus naves para estudiarnos, recoger muestras del terreno... ...o es algo más complicado, pues es algo más vinculado con la existencia de universos paralelos... ...con el manejo del espacio-tiempo, exactamente lo mismo... Con, con estos con estas con estos seres, con estas entidades que ya se aparecían en el siglo XIX, o bien gorilas de montaña, animales de carne y hueso, o bien diablos de montaña, entidades espirituales o sobrenaturales. Y aquí, en, en los casos de apariciones de del yeti o del Bigfoot, que es el yeti en la zona de Norteamérica, que es como se conoce, el pies grandes, en este caso nos encontramos también con características muy propias del fenómeno ovni o de otros ...o de otros eh, sucesos anómalos... ...por ejemplo, hay casos... ...en los que los testigos afirman... ...que el bifux no deja huellas... ...es decir, está pisando sobre la nieve... ...pero no deja huellas... ...en ocasiones se desplaza sobre el terreno... ...levita... ...en otras ocasiones se materializa... ...y desmaterializa delante de los testigos... ...y en otras ocasiones incluso... ...provoca fenómenos paranormales a su alrededor... ...me estoy acordando de un caso... Eh, eh muy llamativo de de una, de una pareja creo que fue en la zona de nebraska me parece eh, que vivían en una cabaña y se encontraron al bigfoot en varias ocasiones que se acercaba a la cabaña y que y que los contemplaba desde el exterior y, y la mujer y en, en varias ocasiones le dejó comida y este bigfoot se acercaba ...tomaba esos alimentos... ...se marchaba... ...pero en muchas ocasiones no es que se marchara... ...sino que simplemente se desmaterializaba... ...y, y en otras oportunidades... ...cuando aparecía... La, ...la noche que aparecía esa noche... ...en la casa sucedían... ...lo que podríamos catalogar como fenómenos... poltergeist, es decir, que las cosas... Se, ...las luces se encendían y se apagaban... ...desaparecían objetos y aparecían en otro lado... ...las puertas se, se abrían y se cerraban... ...es decir... ...que vemos que en muchas ocasiones... Este tipo de casos tienen más que ver con algo inmaterial, vinculado con fenómenos paranormales o, o fenómenos anómalos. Bueno, pero recordamos, Miguel, a nuestros oyentes que si en alguno de los casos, como igual que el sí. alpinista este, se encuentra una huella real, no solamente la huella hundida en la nieve tal, sino como el pipí del sí. supuesto yeti, que mmm, espere unos minutitos y coge una muestra que luego eh, para tener eh, esa, eh, esa prueba no de una posible existencia Exacto. o no, si es sí. pipí o si es lo otro sí vale, lo otro. que lo guarden sí. que siempre se lleve cuando os va uno al monte una bolsita o un botecito por si acaso sí. lo que puedan encontrar si es pipí o es popó, lo que sea pero, pero ese ese rastro y para, para finalizar, una última reflexión creo que como en el fenómeno micro Creo que debemos de dejar de fijarnos tanto en lo que se ve, es decir, el fenómeno en sí, como investigar por qué se ve y cómo se ve. Yo creo que esa es la clave para avanzar en todo este tipo de, de fenómenos. Y hoy, como siempre, aprovecho esta oportunidad para dar mi correo electrónico, si queréis, para que me escriban aquellas personas. Que les haya pasado algo, no aquellas que quieran conocerte, ¿no? Las dos cosas. <ríe> <Bueno. risa> Bueno, a mí me encanta conocer a gente, pero pero sobre sí, todo. Pero ya conociste claro. a Terry Sterón y ya estaba, ¿no? Claro, claro. Después de eso ya me puedo, claro. ya me puedo morir No, pero tranquilo. no le quiso contar lo del Yeti, Todavía la está preguntando. Sí, porque ella dice, no me hace ni caso. El, el sueño, Nos ha dicho. Le, pregunto, le pregunto todas las noches en sueños. Pero bueno, cualquiera que haya vivido un fenómeno. A mí me pregunta de verdad, ¿eh? Me dice, oye, Miguel, ¿por qué no me hace caso? Ojalá, ojalá te preguntara eso. Vamos. A test... Sí, sí, pero pregunta, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Es que, es, que tú, es, Bruno, es que él te, tendrá la Charlize Española, que todavía no te la Bueno, es que, es que Bruno, yo siempre lo he dicho, Bruno siempre ha triunfado mucho, ¿no? Con, con Charlize Bueno, con Charlize y, y, y con la gente en, en general, ¿no? Con eh, con ese aspecto de bohemio y atormentado. Los demás lo no teníamos que currar mucho. Tu correo, Miguel. <ríe> y Bruno lo conseguía, sí. Bueno, Hombre, claro. <ríe> mi correo. Pues yo digo, eh, a la cheta cayendo, ahí voy yo. Exacto. exacto. exacto sí. pues, pues mi correo Dica. electrónico es miguelpedrero g miguelpedrerog.com, es decir, cualquiera que haya vivido algún fenómeno anómalo, por favor, que se ponga en contacto conmigo, que charlaré con él, me pondré en contacto con él y, y bueno, trataremos de llegar a alguna conclusión. Y la contaremos aquí, contaremos esa experiencia, contaremos lo que averigua Miguel Pedrero aquí en el Círculo Secreto. Gracias, Miguel. A vosotros. Chao. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A los eventos en la sintonía de Onda Cero. Radio hemos empezado a las 12, vamos a estar hasta las 4, 4 horas en de radio aquí en la sintonía de Onda Cero. Recordamos en la página web onda wwwonda 0.es La sección dedicada a la rosa Los vientos, pero ahí tenéis además Toda la información y toda la última Hora de las noticias y de Todo lo que tiene que ver con esto que nos está Afectando tanto el coronavirus onda Onda0.es, ahí está toda la información Y os recordamos Estamos en Twitter, os leemos Almudillas Rosa Vientos En unos instantes eh, tenemos encuentros cercanos, tenemos a la persona que en 1947 se convirtió en el primer testimonio, el suyo, el primer testimonio de abducción en nuestro país, es un testimonio precioso, fantástico, es una persona verdaderamente vital, próspera Muñoz esta noche en la rosa de los vientos, personalmente un placer saludarla. Pero antes de ir con ella, vamos con nuevas pistas y nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, datos, referencias, ¿cuáles son? Pues mira, recordamos que es un célebre pintor contemporáneo que tuvo Soroya como referente y que sus hijos también se han convertido en artistas siguiendo el ejemplo del padre. Y aquí va la tercera pista. ¿De quién hablamos? Si su sello personal, el que caracteriza su pintura, es mirar a vista de pájaro y plasmarlo en sus cuadros. Ya sabéis que podéis escribir el correo rosa.vientos.es o hacerlo en Twitter con la almohadilla rosa.vientos. Ahí nos ponéis si es Juan, Juan Genovés, si se trata de Eduardo Úrculo o si se trata de Antonio Saura. Escribir tanto en el correo como en Twitter y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Mucha suerte. La rosa de los vientos en onda cero. Es hora de hablar. La quimera de otra vida Y atención a la invitada que vamos a tener esta noche en Encuentros de Cercanos, en La Rosa de los Vientos. Es una mujer que, queridísima, una mujer que es el primer testimonio en el mundo, el primer testimonio en España de un caso de abducción. Fue en 1947. Un segundo de alterar del destino y de la fábrica de hielo del olvido encuentros cercanos es hora de hablar tiene casi 80 años es un lujo y un placer tenerla aquí en nuestro programa los acontecimientos que vivió constituyen uno de los relatos de abducción más increíbles en de la historia de la ufología mundial sin duda es el caso español más apasionante y controvertido lo dice en el prólogo de un libro un investigador como Marcelino Requejo y lo dice a propósito de nuestra invitada Próspera Muñoz eh, Próspera. muy buenas qué tal Hola, buenas noches, pues muy bien, estupendamente Un placer hablar contigo, un placer eh mantener esa conversación Tú te encuentras en el lugar en donde pasó un poquito todo esto, ¿no? En Jumilla, sí, Murcia En Jumilla, Murcia, exactamente, eso pasó a, 15, a 14 y 15 kilómetros de aquí pasó. En el año 1947, que por entonces, que tenías? ocho años, no? ocho añitos, sí ¿Y estabas ahí con tu hermana? ¿Cómo empezó a pasar de todo en ese día que aparentemente iba a ser un día más en vuestra vida? Pero fue el día que os marcó un poco. Pues sí, estábamos en aquella finca que tenía mi padre y mi hermana y yo. Yo tenía ocho años, ella doce. Y de pronto yo estaba mirando por una ventana esperando que viniera mi padre, que venía casi todos los días a traernos alimentos frescos y tal, cuando vi un coche que se acercaba, pero un, un coche que venía volando, a ras de tierra, pero volando. Llamé enseguida a mi hermana, ella vino, lo vimos venir, eh, aterrizó justo delante de la ventana, cuando nos quisimos dar cuenta, estaban dentro dos personas, un tanto extrañas, puesto que vestían un mono blanco y una sola pieza, ...tenían la cabeza mucho más voluminosa que el cuerpo... ...unos ojos rasgados hacia los laterales... ...y pidieron agua, la excusa para hablar... ...pidieron agua, mi hermana se la sirvió... ...y yo al coger el vaso me di cuenta... ...que tenían solamente cuatro dedos... ...que les faltaba el pulgar... ...inmediatamente empezaron una conversación con nosotras... ...eligieron entre mi hermano y yo... Me lo hicieron a mí, mi hermana dice que notó cómo lo empujaban hacia... Una fuerza la llevaba hasta un rinconcito. Empezó la conversación conmigo y en ese momento yo entré en un estado de conciencia superior. Desconocía, sabía quién era, qué querían hacer. Y yo estaba conforme con todo. Aquella conversación fue larguísima, con muchísimas cosas interesantes que me dijeron. ¿Qué recuerdas de aquella conversación? Muchísimas cosas, pero muy largo de contar. Bueno, pues, a, eh, alguna, alguna, vez. Pues eh, ante todo nos dijeron que me hablaron de toda mi vida De lo, cómo iba a suceder toda mi vida, las personas que iban a entrar Y básicamente que todos venimos a, a este plano físico a hacer algo a hacer, a hacer un trabajo o aprender algo o, o algo así Y entonces, pues, pues parece ser que yo había elegido desde de antes de, de venir, a antes de nacer. Que parece ser que eliges ahí como si vas a la universidad y escoges carrera, escoges asignatura, pues más o menos así. Eso me lo explicaron. Y bueno, se ve que yo había elegido pues dar testimonio de que ellos están aquí y de que ellos nos visitan. Y eso venían a recordarme lo que tenía que hacer o, o algo por el estilo. La gente digo que la gente conoció mucho de tu experiencia, la publicación a página completa, en aquellos tiempos eh, se podía hacer y no pasaba nada, en El País, en el periódico El País, el más serio, el más riguroso, te sí. dedicó una página completa sobre esa experiencia, sí. sobre lo que tú contabas, que recordaste mucho tiempo después. Sí, recordé en el 79 leyendo un libro de don Antonio Rivera, que era lo primero que leí sobre el tema, Y empecé a tener pequeños flashes hasta que me puse en contacto con él. Y él pues me llevó en el 83, me llevó a, a Ciudad Real, que fue donde expliqué por primera vez. Yo que estaba, pues pasé cuatro años con, no sé, pensaba que me había vuelto loca o que aquello eran fantasías, cuando ya por fin me, me estabilicé y, y pude hablar. Cuando ya lo expresé todo me quedé tan tranquila. Y ahí había un periodista del país y fue el que sacó la página del país. Y desde entonces ya prácticamente no he parado, ¿eh? Cuando no me llama uno otro. Porque esa experiencia que nos has contado, esa es la primera parte, porque luego ellos, muy pocas horas después, se envolvieron y pasó lo que pasó, ¿no? Claro, volvieron pues aquella noche o la noche siguiente. El tiempo no lo tengo claro, pero volvieron. Yo dormía... Cuando de pronto me desperté y en la ventana había uno de ellos, vente con nosotros, me fui, mmm, fuimos caminando hasta un aparato que yo siempre digo que parecía del tamaño de un chalet de dos pisos o algo así. Era un aparato como que había venido por la mañana, o sea, un disco, un disco, y en el centro una cúpula transparente. Allí entramos y de allí pues subimos hasta el alero donde cayó un rayo de luz enorme y por allí subimos porque aquello era como un ascensor uh -huh. llegamos a otra nave suspendida en el cielo que debía de ser enorme porque allí pasamos muchos pasillos hasta llegar a una sala donde había una camilla y tal y me hicieron un examen físico exhaustivo de todo y por todo, me tomaron muestras de todo Y al, al final me dijeron que me iban a poner en el cerebro unas casulitas. ¿Sí? un aparato donde se veía con un punto rojo, iba marcando por donde iban, me las inyectaron en la nuca y me llegó hasta el lóbulo derecho del cerebro y allí, un poquito más arriba de la oreja, allí se quedó. Después nos volvieron a casa y otro día yo ya no recordé nada en absoluto. Pero lo que tenemos que decir es... Lo has contado en alguna ocasión, eso fue el comienzo de una experiencia, pero eso se desee, lo que sea, ha estado ahí y ha, has tenido más experiencias, ¿no? Sí, pues eh, es que entre, entre ese entre ese día y hasta el 79, que empecé a recordar, ellos habían venido, vinieron cuatro veces. Venían a verme o a controlar si todo iba bien, no, lo no, sé sea, que venían, solamente... ...estaban unos minutos... ...y entre ellos daban una conversación... ...que yo escuchaba... ...y al momento siguiente se me olvidaba... ...y, y ya lo recordé... ...cuando recordé todo, recordé... ...aquellas cuatro visitas... ...una fue aquí en Jumilla... ...cuando tenía unos 14 años... ...sería 50 y tantos... Otras, ...otras dos fueron en la playa de San Juan... ...donde yo estaba trabajando... ...una en la playa... ...y otra justo en mi lugar de trabajo... ...y la última... Fue en Gerona, que yo trabajaba en un locutorio de telefónica y ya había empezado a recordar un poquito. Cuando vinieron y se dieron cuenta de que ya había empezado a recordar y dijeron, es la última vez que venimos. Y ya nunca más se supo, hasta hasta que no recordé todo. Y ahora es cuando estoy, bueno, sacando las consecuencias, porque ha sido muy largo de asumir primero y muy largo de comprender y muy largo de darle un sentido pero bueno más o menos ya me aclaro un poquito no ya ya creo más o menos lo que quieren y es esto que yo de testimonio y quería que están aquí ¿Cómo podrías eh, describir, eh, ya sé que es eh, muy complicado porque es eh, muy amplio todo lo que se puede decir, pero esos seres que te huiste, eh, si te los encuentras en la calle, en el metro, en la parada del autobús, eh, ¿son distintos eh, a nosotros, a los claro. humanos? Eh, ¿Tienen particularidades? Eh, ¿Serían especiales, eh, serían diferentes o podrían eh, pasar por seres humanos? La verdad es que son distintos, porque ya te digo que lo primero que salta a la vista es su volumen en el cráneo, ¿no? Es una cabeza que no guarda relación con el cuerpo. Y además, pues los ojos, las manos, sí, pero pueden pasar desapercibidos, porque si ellos han venido cuatro veces y las cuatro, yo estaba rodeada de gente y, y por ejemplo, el último día, la última vez que vinieron, ya te digo, estaba en un locutorio en la ciudad de Gerona, que era un local grande, había mucho público, las chicas que trabajaban conmigo, allí todo el mundo los vio, sí, los miraban, pero claro, ellos iban pues más o menos para pasar desapercibidos, pues en un lugar donde hay tanto turismo, pues con una camisa a flores, un pantaloncito corto, un gorrito, pues para, los tomas por turistas ingleses, <risa> y lo único que puede decir, ¡Ah, que tío, más raro pero pueden pasar desapercibidos, por supuesto que han pasado. Mucha gente que ha vivido este tipo de experiencias eh, dice que, eh, o se puede comprobar con lo que ha pasado después, que las abducciones, este tipo de experiencias, son como activadores, eh, que se enciende un interruptor y que aparecen las personas, eh, vamos a denominarlo así, es mucho más amplio, pero como un sexto sentido, se sabe algo más sobre las cosas. ¿Te ha pasado a ti eso? Bueno se sabe más sobre las cosas, la edad te va enseñando muchas cosas, claro. que yo ahora sepa más cosas no es nada del otro mundo, lo que sí despierta, esa curiosidad que despierta ver lo que es o lo que no es, pues yo al principio me metí en toda clase de sitios, o sea en, en clases de esoterismo en, en sectas religiosas, cosas, yo iba a ver, mi marido decía, que te va a pillar una secta? Sí, lo, cuidado. Yo quería saber lo que dice uno, lo que dice otro, leer todos los libros que salían. Entonces, claro, te hace pues, saber un poco más ya de estas cosas y llega un momento en que sí, comprendes. Y lo, lo típico, los, los tres que yo he conocido en persona, hemos reaccionado igual. Llega un momento en que cuando entiendes todo esto, primero pierdes. El miedo a todo, a la muerte, a la vida, a todo. Empiezas a encontrar mm, sentido a, a la vida y sobre todo una empatía enorme hacia todo el mundo. todo, Empiezas a entender a todo el mundo. En lugar de criticar, pues comprendes por qué actúa de esta manera, de esta o de esta otra. Es una capacidad de empatía, de, de amor, por decir una palabra, en el cual... Constatar ese hecho dentro de ti mismo, que da una felicidad increíble, increíble. Yo hablé con Paco Padrón, uh -huh. de Canarias, pude hablar con Post Prades muy largamente también, y también hablaba de lo mismo. Y ahora tengo otro chico que también tiene contacto, y si le pasa igual, que es Daniel Ransat. Y también pude hablar por medio de Sky con Juan Pérez y, y todos más o menos decimos exactamente igual. Llega un momento, lo que ahora se ha dicho, o lo que ahora se ha dado en decir, despertar de conciencia, pues, pues a lo mejor es eso, pero vamos, a mí no me gustan los títulos. claro, Hay un cambio, un cambio para bien. Entonces cuando hay casos negativos, no lo entiendo, no sé lo que es eso, eso es otra cosa. Fíjate, Pero... yo te, digo que te voy a contar una cosa eh, que he contado en muy pocas ocasiones y que recuerdo perfectamente una conversación que tuve contigo en Gerona Eh, vivías sí. allí entonces, estaba sí. yo eh, en tu casa con Javier Serra, con el investigador, sí. el escritor, Exacto. el ganador del planeta, y estuvimos hablando durante horas sobre tu experiencia, sobre determinadas cosas. Qué tiempo tan bonito, Bueno, la preciosos. Eh. Eh, fíjate, yo no sé qué tendría entonces, eh, yo creo que 18, 20, sí, como que, mucho, ¿no? Suelo, sí. Sí. Pero me acuerdo perfectamente de lo que me dijiste. Me acuerdo perfectamente de lo que le dijiste a Javier, que se cumplió, se cumplió. Y recuerdas lo que me dijiste, si no lo recuerdas, te lo digo yo. Pues dímelo tú, porque yo recibo tantísimo. Yo, yo lo recuerdo y lo he recordado todos los días de mi vida. Eh, porque me dijiste... Poco después de cumplir los 40, tú vivirás una experiencia que creerás que morirás. Eh, creerás que es terrible. Te diagnosticarán una cosa eh, que creerás que es al final. Pero eh, yo espero que se cumpla la segunda parte de lo que me dijiste como se ha cumplido la primera. Pero oye, que no me acuerdo yo de eso, cariño. ¿Sí? No, no me acuerdo en absoluto. Pues yo sí, por desgracia, yo sí me, me acuerdo porque... Es eh, completamente eh, cierto lo que, lo que me dijiste, lo que me anunciaste. Y, por, y ese recuerdo lo he tenido siempre, fíjate, lo he tenido siempre, porque entonces no me lo creía en absoluto, ¿cómo me lo iba a creer? Pero pasaron 20, 25 años y efectivamente el recuerdo de ese momento en que tú me perecías eh, que me iba a pasar algo, pues ha estado ahí presente. Y ojalá, porque luego me dijiste, pero a partir de un día vas a mejorar y todo va a ser un recuerdo. Pues ojalá sea así, ¿eh? Pues ojalá sea así, pero te digo de verdad que no recuerdo nada, porque... Bueno, seguramente porque me dijiste bueno, eso... sería, salir yo... en la conversación... Claro, claro, nada, era una parte de la conversación el... ya, sí, a la sí, que sí, yo sí. no le hice caso en ese momento, sí, pero le hice caso después, pero el ronrón estuvo ahí siempre, ¿eh? Ya, ya Pues es lo que me pasa a mí con las cosas que claro. me dijeron ellos sobre mi vida. Lo olvido por completo, pero cuando se va a presentar la situación, un poquito antes digo, caramba, esto, esto va a pasar así, porque ellos me lo dijeron. Entonces puede ser algo de eso, ¿eh? algo de eso, sí, porque eso es lo que me pasa a mí. Próspera, muchísima gente te aprecia, te, te quiere muchísimo por ese sí. comportamiento, por esa forma que tienes eh, de ser. Eres completamente eh, abierta, vital. Eh, es importante en estos tiempos, eh, además, dar ese mensaje eh, que estás dando a la gente. En cierto modo, también eso es importante, transmitir a la gente que todo se puede y que el futuro puede ser eh, mejor eh, que lo negro que nos pintan del eh, presente. Yo creo que es una de las cosas que, que tú transmites. El pensamiento positivo, pero oye que yo tengo la suerte, la grandísima suerte de tener un montonazo de amigos que, que sé que me quieren y ese es mi tesoro, yo lo digo siempre, mi tesoro la cantidad de amigos que tengo que sé que me quieren de verdad y yo los quiero ellos a rabiar y ese es un tesoro que... Bueno inmenso, inmenso, lo más bonito de una persona en la vida. Bueno, inmenso bien. es eh, lo que sentimos y el agradecimiento que tenemos, eh, el <risas> placer de contar eh, con tu testimonio, con tu presencia aquí esta noche con nosotros en la Rosa de los Vientos. Próspera Muñoz ha sido y será un placer porque hablaremos eh, mucho más en el futuro. ¿Te parece? Cuando tú quieras Estoy siempre Bueno, ahora más que nunca Siempre en casa <risa> <Can>. <risa> siempre Oye, por disfrutaba. cierto ¿Cómo has pasado estos días? pues aquí han sido solica, complicados Sol para todos, ¿no? Solica, solica Porque mi hija no está Le pilló en Alicante No ha podido venir Mi hijo es el que viene Todas las mañanas Cuando va al trabajo Como está en una farmacia Ha tenido que trabajar Cuando pasa al trabajo Pues un ratito conmigo A tomar un café Y esa es la compañía que he tenido Próspera, próspera Muñoz, un abrazo enorme. Igual para ti, me ha hecho muchísima ilusión saludarte. Igualmente a mí. Y cuando quieras, aquí estoy. La rosa de los vientos en Onda Cero. Eureka. Nos hemos confinado todos, Todos menos la luna, ¿por qué? Para que salgamos al barcón y la veamos. Y ahí ha estado siempre enfrente y siempre, siempre ejerciendo su influencia. Porque da luz e influjo. Eh, Eureka, como siempre, cómodo Martínez, amado, eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. La luna tan poética, tan bella, tantos eh, sueños, tantas eh, cosas, eh, nos ha inspirado nuestro. Eh, bueno, pues el astro que acompaña a la Tierra, lo más brillante que hay en el universo. Una de las cosas más bonitas que yo creo que podemos apreciar en el giro nocturno, y bueno, tú lo has dicho, que ha inspirado miles de poemas, y, y cuánta gente se habrá besado, ¿no?, ahí, al, re, al calor de la luna, y esas historias, y esos paseos en la playa, y esas romántica! Con el reflejo de la luna en el mar, ¿verdad? Qué foto, que claro. ¿eh? me pongo romántica y ahora en confinamiento como que no sí. porque claro la luna no da el reflejo pero no salimos a ver el reflejo claro, sí. como que no procede hay que guardar distancia social exacto que la, la, con la luna lo guardamos ¿eh? sí, lo guardamos porque, el porque... metro y medio, dos metros lo guardamos lo guardamos lo guardamos. y los 300.000 kilómetros también si es necesario lo hacemos Lo hacemos, lo hacemos. Y, y fíjate que siempre se ha pensado que esto de la luna y las influencias lunares, que tanta literatura también ha generado las influencias lunares en las personas, y todo ha sido siempre más un mito digno de leyendas, de cosas así como de hombres lobo que de otra cosa. Y yo me acuerdo que, que cuando era pequeña mi hermana tenía un libro, y creo que lo sigue teniendo además, que se titulaba La luna y las influencias lunares, una edición de estas del 89 de, de la editorial de Everest, que era chulísimo, ya hablaba de un montón de estas cosas y, y era súper interesante, pero también de, de cosas que ya sabemos de la luna, como que la gran influencia que ejerce en nuestras mareas, que marcó el origen de la vida en el planeta, en el planeta Tierra, que muchos animales se mueven Y están más activos, sonoros y fértiles cuando hay luna llena. Y, y sabemos también que la luna se está alejando. No sé si te acordarás de Seureka, sí, que estuvimos es hablando de este sí, tema. Sí, sí, sí. ¿Eh? Se está alejando y que un planeta Tierra sin luna no sería tal y como lo conocemos ahora mismo. Yo, claro. yo recuerdo en Seureka también. Y bueno, si la gente quiere ir a buscar en el archivo de podcast, que vaya que, que era muy interesante imaginar cómo sería esa Tierra sin luna. No sería en ningún caso parecida a la que, a la que tenemos ahora, es muy curioso. Siempre se ha dicho en muchas ocasiones, oye la luna, la luna llena genera o es un mito o una realidad, o sea genera más crímenes, más violencia, más muertes, más asesinatos, ¿no? locuras transitorias, esas cosas. Cuando como... el mundo se vuelve un poco lunático. <risas> Claro, lunático, de ahí viene, ¿no? Fíjate, es que la forma de la que tenemos de, que tenemos de hablar también expresa qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que creemos, ¿no? Y, y, y, y de qué forma percibimos culturalmente la influencia que puede llegar a, a ejercer la luna sobre, sobre nosotros. Pues mira, yo me inclino a pensar que, que no, además hay estudios, eh, hay estudios como... De todo un poco ahí, rebotijo que sí, que no, que tal, ¿vale? Pero en la Universidad de Nueva York hicieron un estudio coincidiendo con Halloween, para aquello, el ambiente macabro festivo, pero fue un estudio eh, como, como Dios manda, y además lo hicieron en tres países diferentes, con ensayos controlados aleatorios y todas estas cosas, en Canadá, en México y en Estados Unidos. Y según los datos policiales reunidos en los últimos años, no había ninguna relación entre la luna llena y el aumento de la criminalidad. Y además es que este estudio no lo hicieron por pasar el rato, ni porque era Halloween, aunque fuera Halloween. <ríe> lo hicieron porque ese tipo de estudios eh, tiene implicaciones. Es decir, si fuera cierto que durante la luna llena Ay, claro, hay más asesinatos. Claro. claro, habría que reforzar, que reforzar, claro. Tú lo has dicho, habría que tener más recursos, más guardias, más asignaciones de personal y por eso lo hicieron, porque nunca está de más estar atento a, a todo, ¿no? A hacer ese tipo de estudios, pues porque te puedes sorprender y si tienes los datos, ¿por qué no vas a ver, no? Mm. Si hay relación o no hay relación, pero no, una vez más, este estudio demostró que no, la luna no tiene culpa del crimen. Eh, fíjate, también se dice, eh, la luna tiene una influencia. Yo conozco a alguien que trabaja en un hospital y que me dijo que sí, que hay más partos. Bueno, pues tampoco parece tan cierto, ¿no? ¿O sí? Esta pregunta me parece sorprendente, porque yo nunca lo había oído, pero cuando esta tarde habíamos hablado del tema, tú, tú, tú me lo has comentado y pues me he puesto a buscar información y me he encontrado además con algún que otro portal de enfermería, de historias, de tal y para ver Esto... más partos es que tiene que haber una fecha en la que se hagan más hijos Sí, pero es que claro. efectivamente existe esa creencia popular, yo no la conocía sí, sí, sí. a nivel popular, de que hay más partos en luna llena. Y además es una creencia que traspasa fronteras porque me he encontrado estudios científicos tanto aquí como en, en, en el otro lado del mundo, en Estados Unidos. Y no es cierto que haya más, más partos durante la luna, pero es curioso que también se hayan hecho estudios de ese tema, en materia de ginecología, estudios científicos y cosas así. Por ejemplo, en la Universidad de Carolina del Norte, analizaron 564.039 nacimientos, es nada, que son un montón, entre 1997 y 2001, a lo largo de 62 ciclos lunares, y no se encontró ninguna diferencia estadística significativa, pero ni en el número de partos, ni en el número de parto, que la muestra igual era pequeña, ¿no? <ríe> ni multíparas, <ríe> ni complicaciones, nada, ni en luna llena ni, ni, en, ni en ninguna frase vamos, pero es curioso, ¿no? siempre se ha asociado también la luna con la mujer, los títulos, sí, sí, la fertilidad, entonces es normal ¿no? Que, que, que existan estas creencias en el hospital Príncipe de Madrid también hicieron un estudio ¿eh? y llegaron a la misma conclusión, eh, por lo tanto son mitos hay muchos mitos y mucha leyenda Eh, mucha magia, pero tenemos eh, que desmontarla, ¿no? Que no hay una relación entre los eh, crímenes y la violencia de la luna, y por otro lado, no hay una relación entre los partos y la luna. Pero nos preguntamos, has mencionado a la mujer, ¿no? El ciclo de la mujer, el calendario de la mujer, el calendario menstrual, es de 28 días como el calendario lunar. ¿Hay alguna relación? No, <risa> no la hay, es, claro, a pesar de que el ciclo menstrual sea de 28 días, el ciclo menstrual típico, ¿vale? que tampoco todas las mujeres lo, lo tienen igual, pero sí es, es, es el típico, es el ciclo menstrual estándar, por así decirlo, y, y como coincide con, con el ciclo lunar, pues es lógico pensar a lo mejor que la Luna puede influir y porque algunas mujeres pues su ciclo menstrual les puede coincidir con, con el ciclo lunar, sí, a algunas sí, a otras no. Eh, pero vamos, no, no, no, existe ninguna, ninguna influencia, no, no tiene nada que ver, hay algunas mujeres que lo tienen eh, en cualquier momento de, de la fase lunar, y no, no tiene por qué coincidir, de hecho. Hay hay, hay hay bastantes datos también disponibles sobre este tema. Eh, yo tengo una aplicación que se llama Clue. Por cierto, en el móvil hay muchas aplicaciones para controlar tu, tu periodo y tu ciclo menstrual y esas cosas. Y Clue es una de las más famosas y que tiene un montón de datos. Y, y analizó más de 7,5 millones de ciclos, ¿vale? Que son otro montón. Sí, sí, sí y no, no no se sincroniza el periodo menstrual de una mujer no se sincroniza con, con, con el ciclo lunar no tiene nada que ver todo mito, todo leyenda ¿en qué influye la luna? <ríe> pues mira <risa> <risa> has hablado de lunáticos sí <risa> pues siempre se ha hablado también de eso, ¿no? del estado de ánimo y, y, y, y, y las fases lunares y, y es otra pregunta muy controvertida normalmente se dice bueno no porque no hay nada que la demuestre no pero pero hay algunos neurocientíficos que afirman que sí que la luna influye en nuestros neurotransmisores y, y que además algo así es algo como que metafórica y poéticamente esto de que influye la luna en nuestro estado de ánimo y en nuestros neurotransmisores pues sería algo así como tener el cosmos en el cerebro, ¿sabes? O sea, una luna en la mente y en el corazón. Es, es una idea muy bonita, ¿vale? A mí me enamoró cuando, cuando, cuando empecé a... a a estudiar estos estudios eh, neurocientíficos, a buscar documentación y cosas así. Dice, mmm, qué idea más bonita, ¿no? Sí. <ríe> bueno, pues el, el neurocientífico que más destaca en la defensa de esta teoría es Mark Filippi, uh -huh. Se basa en estudios de otros investigadores como Irving Darny, Joel Robertson y David Kutman, entre otros. Y él dice que, que existe una clara relación entre los ciclos lunares y el estado de ánimo de las personas. Porque él dice que la producción de neurotransmisores en el cerebro viene marcada Eh, o por lo menos afectada por las fases de la luna. Porque cada fase exacerba la generación de un tipo de neurotransmisores u otros, ¿vale? Según la, la fase en la que estemos, lunar, él dice que, bueno, pues mmm, producimos o segregamos más hormonas de estas que de las otras y todo esto. Y según él, hay una clara relación entre los ciclos biológicos internos del organismo humano y los ciclos externos. Él dice, que estas son palabras de él, ¿no? Que no... Que, mmm, No todos los jueves, por ejemplo, son iguales, aunque hagamos las mismas cosas cada jueves, ¿no? Por estas cosas de los ciclos lunares. Por ejemplo, que la gente se estará preguntando, ¿y este hombre qué dice, que cada fase, cómo nos afecta? ¿No? Vamos a decir primero lo que dice y luego vamos a, a hablar de qué crédito le damos a, a, esta, a esta investigación. Él dice que, que en cuarto creciente, no sé, pues si los oyentes también quieren ver si esto coincide, no coincide con ellos, si han tomado nota, no ha tomado nota, no sé... Él dice que en cuarto creciente, cuando la luna está creciendo, estamos como más sensibles, más receptivos, buscamos compañía o tendemos un poco a buscar compañía. Estamos un poquito mm, más enérgicos, pero poco concentrados, así como dispersos, muy inspirados, pero no es el momento de ponerse a trabajar en cosas que requieren atención ni nada así. Y es porque en esta fase lunar, según él, aumenta la producción de acetilcolina, que es el neurotransmisor de la memoria, la percepción del dolor, el aprendizaje, las fases del sueño REM y todo esto. Luego, por otro lado, dice que en luna llena eh, lo que agregamos es más serotonina. Entonces, uh -huh. estamos más creativos, más vitales, más concentrados. Eso es un buen momento para... No sé, como para hacerte preguntas, revisar tu diálogo interno, ver si te encuentras, no sé, ¿no? Pero es una época en la que te sientes más satisfecho. O sea, no tomes pastillas para generar eh, serotonina, sino que bebe más luz de luna. <risa> Date un baño de luna. Pues mira, eh, también corremos el riesgo en luna llena de, de fantasear demasiado. Dice. Eso Ajá. dice Filippi, sí. Y luego un cuarto menguante, la protagonista sería la dopamina. Eh, que es el neurotransmisor del placer y la diversión una buena etapa para socializar estancos más abiertos a entender al otro y luna nueva que es como esa luna negra, sí, <ríe> ese momento sí, sí. más duro <ríe> eso que dice Filippi que es la fase del mes porque segregamos eh, noradrenalina y estamos más ansiosos irritables, a la defensiva sensibles, vulnerables, muy gremlin, que es lo que yo emullo yo, a, a ese estado de ánimo, estar un poco gremlin Y, vamos, lo que viene siendo un poco el síndrome premonstrual. ¿vale? <risa> <risa> premonstrual sería sí, sí, esa fase sí. de luna, luna nueva. Y es una fase también, dice, en la que tenemos mucho afán y, y, y mucha intención de resolver asuntos. No queremos dejar nada pendiente y tomamos decisiones que a lo mejor tampoco son las más acertadas o son muy precipitadas y cosas así. Pero podemos fiarnos de las investigaciones y teorías de este investigador neoyorquino. Bueno, pues el trabajo ha gozado de, de bastante difusión y, y a pesar de que lo ha realizado con una rigurosa y minuciosa labor de observación empírica, pues no tenemos más que eso, pero como ocurre en muchos otros estudios científicos, que lo único que tenemos es un estudio observacional, con el método observacional y, y, y con datos empíricos. ¿no? Eh, lo que sería interesante sería descubrir en caso de que esto fuera así o pudiera ser así es cómo se produce esta relación entre los ciclos lunares y los neurotransmisores uh -huh. y hacer más estudios usando otros métodos más allá de la observación empírica pero no deja de ser interesante Jolín ese, eh, por un lado desmitifica mucho pero por otro nos dice que seguramente la luna tiene una influencia totalmente distinta a la que se ha considerado como clásica, como la razón la luna no influye en lo que creemos eh, pero influye En cosas como, por ejemplo, que si queremos eh, conocer a alguien y tener pareja, mejor en cuarto creciente que en menguante, ¿no? Pues mira... O mejor en cuarto <ríe> menguante que en creciente, no lo sé. Yo, eh, ya primero, me, ve, ya me veo diciendo, no, no. esta semana me viene quedar, Sí, sí, sí. Bueno, sí. <ríe> lo bueno es que ese cuarto creciente, menguante, y luna llena o nueva para todos. Eh, pues sí, y qué bonita es la luna. Claro, eh, pero ¿cuál? La, ¿La nueva o la llena? Mejor la llena, ¿no? Sí, sí, porque no. la nueva no se ve, entonces como que... Pero no, no significa que no exista, ¿eh? No significa que no exista, pero hombre... A ver, también tiene cosas buenas, porque en luna en luna nueva hay menos contaminación lumínica sí. y puedes apreciar más las estrellas. Exacto, exacto, Tiene también su encanto. Y todos los gatos son partos. <risa> claro, también tiene su encanto, ¿sabes? O sea, Según para qué. Según para qué. Ya Fíjate, cuadraría bien. más, que tuviera, que cuadraría más por lógica, que se cometieran más crímenes y asesinatos en Luna Nueva que en Luna por Llena. La luz. Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Eh, lógicamente sería así porque la Luna Llena no genera por estadísticamente más hay violencia, más hay crímenes, pero lo lógico sería que eh, la luna nueva por la falta de luz, eh, porque está más oscuro el mundo, generará más. Lógicamente, claro. por una cuestión lógica de estadística, pero tampoco es así. Tampoco es así. Sin embargo, culturalmente nosotros hemos creído siempre que, que, que la luna llena es la que nos vuelve locos y tal, pues por todas estas historias de, de licántropos y leyendas, que también están un poco ahí pues, con las que hemos crecido, las que hemos leído, las que nos han contado y todo eso, pues siempre suele influir un poquito... En, en nuestro tipo de, de creencias Hay más mito que realidad en todas estas creencias sobre la influencia de la luna pero lo que sí que no es un mito es una realidad, esa es la belleza de la luna. Mado Martínez muchas gracias Un abrazo a todos La rosa de los vientos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 La cara B. Nos situamos en el año 1902, insistimos, 1902. La novela de la que hablamos se titula La máquina se para. La Es un libro que nos presenta un futuro Un futuro en el cual la gente no se toca Porque tocar a alguien es envenenarse Está mal visto tocarse, puede ser mortal Cada persona vive en un edificio pequeño Dentro del cual hay una especie de compartimentos A, a modo de capullos de abejas Que de las manos se me escapa, pero Florido, sacar la voz Insistimos, eso es el argumento de una novela que apareció en el año 1902 Un poco distópica, desde luego Caminar, perdido, temor, y, oh. y ahora ha aparecido un libro que se titula No tocar Un libro que está en empaídoso y eh, que está... Eh, Puesto en Internet, en Twitter, lo estamos eh, poniendo ahora mismo, los enlaces eh, para conseguirlo, un libro de una químico, eh, un libro, insistimos, eh, titulado No tocar, está en país 2, en, la autora es Débora García Bello, que está esta noche con nosotros. en eh, Débora, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Débora es eh, científica, es eh, químico, vivimos un momento complicadísimo, un momento complicadísimo en donde, aunque el libro se llama No tocar, podemos tocar alguna cosa, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones, parecido a lo que estabas comentando en la, en la introducción sobre el libro. O sea, uno de los de los sentidos que hemos limitado durante esta pandemia es precisamente el del tacto. Tenemos que mantener la distancia entre nosotros, así que al final no podemos tocar lo importante. Pero podemos, eh, ¿qué es lo, lo que podemos eh, tocar y que no podemos tocar? Ya sé que depende sobre todo lo fundamental es no tocar lo que está menos entre eh, dos metros, eh, mantener la distancia, esa es la norma fundamental y lo que tenemos que cumplir eh, todos. Pero quizá por miedo eh, pues eh, nos eh, ponemos en metas eh, todavía más complicadas, ¿no? Sí, a ver, eh, la, lo de la distancia de seguridad es la, la medida, o sea, la medida más importante, la medida fundamental en, en toda esta pandemia y que se, bueno, que se comentó desde el principio y se sigue manteniendo ahora. Lo que creo que podemos tocar objetos, vamos al supermercado y podemos tocar las cosas que compramos, lógicamente, podemos tocar pero no podemos tocar a las personas. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me está costando, bueno, yo estoy en Galicia, en La Coruña, que estamos en fase 1, ya podemos, eh, bueno, tenemos un poquito más de libertad y podemos incluso reunirnos, ¿no? Hasta 10 personas, puedes ver a la gente, pero no la puedes tocar. Entonces es algo realmente frustrante. Recuerdo, bueno, el primer día que, entré, que entramos en fase 1, que pude ver a mi hermano después de claro, más de dos meses sin poder verlo más que a través de una pantalla, pero claro, quedar con él y solamente poder estar a dos metros de distancia y no poderle dar un abrazo, dice, sí, te veo en tres dimensiones, pero es muy frustrante. Sí, sí, sí. Eh, hmm. Parece que no se ha liberalizado el mundo para ver a la gente. En otra cosa que no sea eso, no verlo por pantallas, verlo en tres dimensiones, eh, pero eh, no acercarnos en demasiado. Uno tiene un poquito de temor de si en el futuro eh, tanto eh, cumpliremos eh, con las normas, eh, porque yo creo que la mayor parte de gente ha cumplido con esas normas, pero da la sensación de que casi, casi, casi, en el futuro, en esa nueva normalidad, ¿eso que va a ser? ¿Ir con armadura? Hombre, no ir con armadura, pero eh, de momento hay, hay ciertas cosas que tenemos que mantener. Aunque la distancia de seguridad sea la fundamental, pues, por ejemplo, si vamos a ir a algún lugar en el que no podamos garantizar eso, pues a lo mejor ir a ir al centro de la ciudad o ir a un supermercado o ir a una librería. Por ejemplo, esta tarde estuve en una librería comprando. Si vamos a estar en un establecimiento que no tienes la garantía o es un establecimiento cerrado, tienes que llevar mascarilla, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, es una... De normalidad esto tiene, la verdad, bastante poco. Desde luego que sí, y... pero uno piensa que puede existir una sensación, se ha dicho mucho, ¿no?, lo de la falsa seguridad, o sea, parece que eh, como llevamos mascarilla se puede estar cerca de la gente, y no es eso, ¿no?, Y no es eso para nada, no, o sea, la mascarilla, bueno, de hecho, importante, la mascarilla sirve para proteger a los demás, uh -huh. que esto es fundamental, llevar mascarilla es un acto solidario, yo me pongo mascarilla porque puedo contagiar a otro cuando hablo, cuando toso, si estornudo, puedo contagiar y la, la mascarilla hace de barrera pero eso no exime de intentar mantener igualmente la distancia de seguridad. No puede ser que nos pongamos una mascarilla y pasemos de todo. Una cosa que también está sucediendo y que así ya sirve para el resto de ciudades que vayan avanzando de fases y todo va bien, es que, por ejemplo, una de las cosas que, que estoy viendo en Galicia, como estamos en fase 1, la verdad es que sí que noto que hay ciertas personas que a lo mejor han entendido como que la fase 1 quiere decir que ya la situación no es grave y sí que ves pues eso terrazas, Eh, pues de debates que pueden estar, que está permitido, pero que queda más gente que sabes que no conviven todos entre sí y que no mantienen la distancia. Como estamos en fase uno, ya parece que la cosa va muchísimo mejor y no hay que relajarse, o sea que tenemos que seguir manteniendo ciertas normas y aunque sea un avance positivo, Que, que no nos lo tomemos tan a la ligera, porque esto también puede, puede darse la vuelta y volver hacia atrás, si no nos lo tomamos en serio, así que con cuidado. Estos días se está hablando mucho de las mascarillas ¿eh? pero en tu libro, en Autocarra, lo dices, hay diferentes tipos, ¿no? Sí, sí, hay diferentes tipos. La que, la que es recomendable para, para los ciudadanos de a pie, es decir, los que no somos profesionales sanitarios o profesionales de riesgo, tenemos que llevar la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica lo que hace es, eh, bueno, es, son una serie de, de textiles Que, que lo que hacen es eh, filtrar, hacer de barrera. Es decir, que si yo el, las gotículas que expulso al hablar, al toser y demás, eh, son gotas muy pequeñas y entonces esa mascarilla lo que hace es de barrera para que no salgan hacia, hacia afuera y no se proyecten ...más allá, ¿no? Entonces, aunque la distancia de seguridad está medida entre un metro do, un metro y medio... ...dos metros, quiere decir que esas proyecciones podían llegar hasta ahí... ...y de ahí la distancia de seguridad. Cuando eso no lo podemos garantizar... ...nos ponemos una mascarilla quirúrgica, porque así evitamos que la proyección... ...de esas gotículas tengan tanto alcance. Luego hay otras mascarillas... ...que son las, bueno, las llamadas eh, FFP2 o 3 o las N-25, que es más o menos la misma cosa que lo que hacen es protegerse, proteger a uno mismo. Por ejemplo, estas son las que utilizan los profesionales sanitarios, porque lógicamente estás atendiendo a una persona enferma que te puede toser y estornudar encima y esa es la única mascarilla que te ofrece protección para que no puedas inhalar esas gotículas o aerosoles que se producen en pues en el desarrollo de tu actividad entonces hay esos dos tipos de mascarillas a pie de calle la que nos interesa es la quirúrgica y a los profesionales y dejar para los profesionales las N95 y que tienes que decir que también se está hablando mucho no sé si en el futuro se hablará más cómo ahora las mascarillas pero parece que las mascarillas se Van unidas a los guantes los guantes son necesarios no los guantes no son necesarios lo que dicen esto no es lo que digo yo eh que lo digo siempre es lo que dicen sí, las autoridades evidentemente, claro. evidentemente. yo eh, eh, yo lo que intento es dar una explicación ¿no? de, de por qué hay esas recomendaciones los guantes no son necesarios de hecho no se recomiendan no se recomienda ni siquiera salir a la calle con ellos porque la piel no es una vía de contagio no es una el virus no atraviesa la piel. ...entonces no, no puede penetrar a través de ella... ...entonces el guante no nos protege de absolutamente nada... ...el problema que hay con los guantes... ...es el que apuntabas antes también con las mascarillas... ...de que nos puede dar una falsa sensación de seguridad... ...que tú te pongas un guante... ...si tú por ejemplo tocas una superficie... ...que está contaminada por el virus... ...lleves guante o no lo lleves... Si tú luego esa mano te la llevas a la cara, te la llevas a la boca, que es una vía de contagio, a las mucosas, aunque lleves guante, claro, estás igualmente eh, pudiendo contagiarte, porque puedes arrastrar igualmente el virus y te puedes contagiar igual. Entonces, mucho cuidado con el uso de guantes por eso. En, en algunas, por ejemplo, en supermercados, si sí es cierto que, que hay guantes pues para escoger la fruta, como los ha habido siempre, entonces eh, te tienes que limpiar las manos con, con gel hidroalcohólico, con agua y jabón, Y te pones los guantes y ya está, pero ser muy consciente de que todo lo que tocas, luego si te tocas la cara, puede estar contaminado, lleves guantes o no. Por eso eh, las autoridades sanitarias no aconsejan el uso de guantes, a no ser que por tu profesión ya los tuvieses que usar. ¿El virus en dónde está? ¿En el aire? No. ¿O sí? No, o en el aire está muy poco, o sea, lo que menos nos debe preocupar es el aire. El, el, claro, el está lo... en las muscosas, hay eh, que expulsar al aire, pero está en las mucosas, claro. Efectivamente, sí, está en las mucosas, entonces tiene una cierta permanencia en el aire, pero es muy pequeña, porque la, la mayor parte de las gotículas en las que viaja este virus tienen eh, suficiente densidad, ¿no? Y entonces, eh, pues por gravedad se caen sobre los objetos. Sí que es verdad que, que en determinadas actividades como, por ejemplo, al gritar o cuando respiras de forma agitada porque, por ejemplo, estás haciendo deporte o sea y en algunas actividades médicas se pueden llegar a producir aerosoles, que son partículas muy, muy pequeñas que tienen cierta flotabilidad. Pero aunque tengan cierta flotabilidad y se puedan mantener un pelín más en el aire, es cierto, o sea, la evidencia científica nos dice que acaban depositándose sobre los objetos. Entonces, lo que nos debe interesar más a nivel de, de higiene es la limpieza de las cosas, y no tanto la limpieza del aire, porque en el aire no se van a mantener los virus eh, flotando un día entero en, un, en el aire, o sea, eso no sucede. Al final acaban depositándose sobre los objetos. Sí. ¿Y qué son los tests? Que también hablas en el libro de ellos y que es una de las palabras que aparece mucho. Las mascarillas, los guantes y también los tests. Pues son? los tests. Hay, hay diferentes tipos de tests. Entonces, eh, nos, nos dicen diferentes cosas, por ejemplo, uno de ellos son los test tipo PCR, que son de los que más se hablan en medios de comunicación, porque son los que da, eh, son muy fiables, además. Eh, lo que nos dicen estos test PCR es si el virus está en nuestro organismo, porque lo que detecta PCR es el material genético, el material genético que tiene este virus. Entonces, eh, pues es una forma de detectar O bien que o que estamos enfermos o que por lo menos somos portadores del virus, ¿no? Porque sabemos que hay gente que es asintomática, puede portar el virus y contagiar y no desarrollar la enfermedad con síntomas, vaya. Entonces detecta eh, si el virus está o no. Luego hay otros hay otros dos tipos de test. Por ejemplo, el, el, el los que se empezaron a llamar al principio los test rápidos... ...y luego los test que se llaman test serológicos... ...que son los que más están haciendo en la actualidad... ...que lo que vienen a decir es si que tú ya tienes anticuerpos... ...y esto lo explico muy rápido... ...cuando nosotros tenemos una enfermedad... ...por ejemplo estamos tenemos una infección vírica... ...esos virus entran en nuestras células... ...al entrar en nuestras células... ...las ponen a trabajar para sí estas células... ...pero nosotros, nuestro sistema inmune... ...desarrolla unos anticuerpos que lo que sirven es para marcar esas células, para hacer detectores de esas células que están colonizadas por los virus, marcarlas para tratar de destruirlas. Es decir, nuestro sistema inmune se intenta proteger de esa manera y genera unos anticuerpos que son específicos para cada virus. Lo que hacen estos test tipo serología es detectar la presencia de esos anticuerpos. Entonces, es una forma de detectar que nuestro organismo se ha defendido ya de ese virus. Entonces, por eso lo habitual es es eh, hacer varios tipos de test para ver si tenemos todavía el virus en el cuerpo, si ya tenemos anticuerpo y entonces eh, combinando los resultados de todos ellos sabemos si en qué fase estamos de la enfermedad, si ya la hemos pasado y tenemos los anticuerpos, cuántos tenemos, nos pueden dar incluso eh, de cara al futuro información sobre la posible inmunidad, que es algo que todavía sigue interrogante Eh, si estamos en medio de la enfermedad, si estamos al comienzo porque aún no tenemos anticuerpos, o sea, nos da esos dos test combinados son los que nos dan eh, la, la mejor información sobre el estado de la enfermedad. ¿Y qué opinión tienes tú, como químico, como autora de este libro, no tocar, de se ha conocido esta semana parte de los resultados, una, una avanzadilla de estos eh, resultados del TRS serológico, el estudio general que se ha hecho serológico de la población española, que dice que más o menos un 5% de la población tiene anticuerpos? Pues eso quiere decir que, que esa población ha pasado la enfermedad o la está pasando la enfermedad. Entonces, es un, es un porcentaje que es significativo. La información que nos da es esa. El, lo que tenemos que seguir investigando es qué significa eh, tener anticuerpos. Porque la información interesante es si, si, si tener anticuerpos nos hace inmunes a un nuevo contagio o no que es algo que todavía no sabemos, que es algo que se está investigando. ¿Qué nivel de anticuerpos son, necesitamos para ser inmunes? Si hay un nivel clave de anticuerpos que nos hace inmune o ninguno nos, nos haría inmune a un segundo contagio. Entonces es el primer paso de una investigación que tiene que continuar. También has usado tú mucho, lo comentas en el libro, porque con toda esta pandemia ha pasado también eso, ha habido... No es oficial, pero entre la gente se ha transmitido mucha desinformación. Muchas eh, cosas que se han dicho no son ciertas y no son científicas, aunque lo diga eh, quien lo diga, ¿no? Sí, es una de las cosas con las que hemos tenido que lidiar, con la desinformación. Yo creo que desde las autoridades sanitarias, eh, bueno, no se ha hecho todo perfecto la comunicación, pero sí que eh, hay... Consenso, es decir, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es lo que dice nuestro Ministerio de Sanidad, es lo que dice, pues luego a nivel autonómico, eh, es decir, hay un consenso. Las recomendaciones prácticamente no han variado y son eh, muy coherentes, quiero decir, eh, con respecto a la evidencia científica que hemos ido generando… Son muy coherentes. ¿Qué ocurre? Que luego hay informaciones que se tergiversan, hay desinformaciones que, eh, que hacen ver, pues, no sé, como, bueno, como el caso de lo que pasó con las mascarillas, ¿no? que mucha gente tiene la impresión de que se ha cambiado mucho de opinión, de que antes se podía, luego no, cuando realmente no ha sido así. O sea, todas la, las autoridades sanitarias han actuado siempre de forma muy coherente y... Mmm, Y ha habido mucha desinformación luego de cosas eh, absolutamente descabelladas. O sea, de, de ideas peregrinas... Pero y, terribles, bueno, ¿eh? Sí, terribles. Me estoy acordando o sea, de... yo ahora de lo que decía. Es que casi, casi repetirlo eh, me, me da angustia, ¿no? Pero lo que decía, lo que recomendaba el presidente de un país como Estados Unidos, con la lejía, era terrible. Sí, es una cosa... O sea, eso es descabellado. Porque, claro, dices, vamos a ver, o sea qué nivel, ¿cómo puedes tener tanta incultura...? ...y llegar a, a una posición de tanto poder, ¿no? O sea, parece... es, es inaudito... ...porque, lógicamente, inyectarse lejía... ...o sea, es una barbaridad... ...o sea, es, es, es, básicamente estás in, incitando a la gente... ...a que se intoxique, se envenene y se muera... ...por... no sé, es absurdo... Sí, sí, o sea, ...es sí. absurdo... ...pero estas cosas... ...pero bueno, luego, eso, las dicen personas... ...que, que tienen mucho peso... Y hay que desmentirlas Entonces, claro, es como doblemente cansado Ya es difícil eh, compartir la información veraz Y las indicaciones Porque hay mucho ruido alrededor Mucho uh -huh. ruido mediático Y bueno, intereses y demás y, y, y hay mucha confusión Y es natural que la haya también Porque es una situación nueva para todos y confusa Y aún encima si le sumas eh, toda esta desinformación Pues imagínate Y luego también desinformación eh, totalmente oportunista También ha sucedido De gente que, bueno, que lo hemos visto en incluso hace poco, ¿no? De, bueno, pues ahora voy a hacer yo el negocio, hago yo el agosto vendiendo cosas falsas diciéndote que desinfecta, ¿no? Sí. Ozonizadores, lámparas ultravioleta C, o sea, cosas descabelladas, muy muy peligrosas de manejar por, por por gente que no es profesional. Entonces, hay un poco de todo tipo. La desinformación siempre ha sido un negocio, es decir, eso no, esto no es nada nuevo. Débora García Bello, mil gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a conocer algo más de información en en sobre este tema. Un Un abrazo. Un abrazo, encantada. a las 4 de la madrugada en la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Almohadilla Rosa Ventos en Twitter, en la página web onda 0 .es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Aputaz porque además tenéis toda la última hora en la información onda0.es. Esta que acabamos de comenzar, que vamos a saber algo más sobre los ataques que están sufriendo en diferentes partes del mundo. Hospitales protegidos y custodiados por médicos sin fronteras. Vamos a tener el callejón con José Manuel Esquivano, que nos va a hablar de superhéroes. Vamos a tener con Javier Sevillano, fronteras, señales del fin del mundo. Pero ahora, pues vamos a contar los últimos datos y los ganadores del concurso de esta noche del... Personaje oculto Datos finales que nos ofrece Silvio Casasola Que nuestros oyentes están todos ahí despiertos ¿eh? Es que les gusta esto de estar trasnochando Y a mí me parece una maravilla, porque poder escuchar en directo, aunque luego en podcast también está genial, y mandamos muchos, muchos, muchos besos a toda la gente que nos escucha en podcast, pero los de directo claro, eh, tienen su valor, tienen en, su valor. En estos días eh, ha habido, eh, ha crecido la audiencia directo de la radio, uh -huh. porque los horarios de la gente pues igual no son tan matutinos eh, para aquel que no tenga que eh, madrugar. Eso es, eh, puedes tanto. organizar. Entonces... Eh, Se escucha la radio y los medios de comunicación en general hasta un poquito más a él. Eso sí, es, también son más participativos y bueno, tenemos todos los WhatsApp a reventar. Esa es la pura verdad. Bueno, los tres protagonistas de hoy tienen un estilo muy personal y reconocible en sus múltiples obras. Obras muy cotizadas y valoradas y muy seguidas por todos los amantes del arte abstracto que yo tengo una persona pues muy querida por mí que es un seguidor de todo este tema del arte abstracto yo reconozco que tengo ciertas carencias porque no lo conozco todo y, y bueno pues él, él me va ilustrando bueno os cuento Eduardo Úrculo después de probar con muchas técnicas y estilos logró plasmar con su característico sombrero y su equipamiento de viaje el reconocible sello que le hizo célebre Antonio Saura, bueno, pues este es más introvertido y en sus obras pues, destacan por intentar mostrar que tiene ese mundo ahí interior, obsesivo, profundo... Y bueno, pues tiene ahí unos cuadros eh, que, que te hacen pensar. Pero el protagonista de la noche es Juan Genovés, un auténtico pionero en su estilo, con su característica mirada a vista de pájaro. Mirada muy compleja que compartía a través de sus obras. Bueno, pues Genovés ha fallecido por muerte natural a sus casi 90 años. ¿Por qué digo sus casi? Porque los hubiese cumplido el 31 de mayo el 31 de mayo los hubiese cumplido bueno dejando atrás pues se le ha dejado una magnífica obra y una muy extensa obra pero además a sus mejores discípulos a sus hijos que también son artistas a Pablo a Ana y a Silvia una chavalita que se llama como yo bueno pues Juan Genovés también dio mucho que hablar con su obra El Abrazo el cuadro lleva una gran una gran historia En el sentido de que los resistentes teníamos un lema que era la, la unión de todos los españoles, ¿no? El que por fin dejáramos nuestras, nuestros problemas y nuestros odios y nuestros enemigos. Entonces yo, que estaba en esa lucha eh, política del momento, ¿no? De, de oposición, eh, eh, entonces... Mi ansiedad empezó a sentir de que con mi obra no lo representaba. Yo buscaba ese cuadro que fuera pues esa, esa, esa unión de todos, algo que significaba unión de todos. Y lo descubrí en un colegio, yo tengo cerca de tengo mi casa, en mi estudio, hay un colegio y todos los niños a la hora de la salida pues van con sus gritos y tal, pasan por delante de casa y a mí me dan cierta efusión y cierta alegría. Y un día pues un grupo de ellos se dio un abrazo. Y yo dije, ta, ya está, abrazo. No, tengo que pintar un abrazo. Oh, este cuadro representa la reconciliación. Y os cuento, en 1976 se hicieron medio millón de pósteres de la obra para Amnistía Internacional y Genoves fue detenido. Bueno, pues uno de estos cuadros eh, estaba colgado en el despacho de los abogados laboralistas de Atocha, cuando fueron asesinados en 1977. Este cuadro es muy, muy representativo, como dice Genovese, que le recordamos en su propia voz, de esa reconciliación. Él luego lo puso en una escultura, pero cuando estaba haciendo estas declaraciones, eran 2015. ¿Por qué? Porque el cuadro fue donado del Museo de Reina Sofía al Congreso de los Diputados. Y desde entonces, ahí está colgado y se puede ver con lo cual, pues la verdad es que es una obra que tiene algo muy especial y es que es como una imagen un símbolo de la democracia ¿Quién ha ganado el concurso de hoy? Lo ha hecho Jenny en Twitter que tiene el arroba Yaya Gaita. Así que, nena, enhorabuena. Envía rosa.vientos arroba onda es tu dirección y te llegará, te juro que te llegará un detalle del programa. Así que, enhorabuena. Felicación, noticia, información en varios hospitales. Maternidades de médicos sin fronteras en Afganistán y en otros sitios han sido atacados. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Y ya estamos eh, con ella, con eh, Sin Fronteras, eh, Teresa San Cristóbal. Muy buenas, ¿qué tal, Teresa? Muy bien, muy bien. ¿Qué ah, tal vosotros? Bueno, el gracias. 99% de las informaciones eh, tienen que ver con el virus, eh, tienen que tener eh, que ver con el coronavirus. Eh. Sin embargo, en el mundo siguen pasando cosas y cosas eh, muy terribles. Eh, gran parte del mundo está viviendo cosas muy terribles de las que apenas hay información. Por ejemplo, estas que nos cuentas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esta ha sido una semana muy mala para nosotros. Con, con mucha mucha violencia y, y bueno, eh el ataque en Kabul ha sido un ataque sin precedentes para nosotros. Vamos a contar un poquito cómo, cómo ha sido el ataque que se ha vivido estos días y luego hablaremos también del de Darfur, pero ¿cómo ha sido el de Afganistán? Bueno, pues para nosotros ha sido un ataque sin precedentes, ¿no? ha sido un ataque deliberado a una maternidad, a unas madres... Eh, ya unos bebés, eh, entró un grupo de personas armadas habitación por habitación eh, y realmente eh, bueno pues ha sido un ataque a personas totalmente indefensas en una maternidad, un ataque que ha durado cuatro horas y, y extremadamente violento. Fíjate, en el mundo ahora mismo hay aproximadamente 3.000, 4.000 millones de personas confinadas, han estado en este tiempo confinadas, encerradas en sus casas, eh, pero eso es un 50% de la humanidad, eh, más o menos. El otro 50 vive episodios muy complicados. La vida no solamente se ha complicado ahora, ha sido complicada desde el día en que nacieron. Desde luego en Afganistán, y si tienes la suerte de sobrevivir claro. al día que naciste, ¿no? Es uno de los países del mundo con mayor mortalidad neonatal, ¿no? Afganistán y Darfur también ha ocurrido algo, ¿no? Sí, en Darfur, eh, el otro día, el jueves, hubo una disputa entre dos grupos armados, trajeron unos heridos al a hospital y mientras estábamos negociando porque entraron dentro del hospital armados, mientras estábamos negociando, uno de nuestro un, un, un miembro de nuestro equipo eh, pues recibió un recibió un balazo no intencionado, pero aún así es el problema de entrar con armas y armas cargadas dentro de un hospital. ¿no? Teresa, vosotros, además de estar pendientes de los enfermos, como habitualmente hacéis en zonas bastante conflictivas, a, ahora también estáis eh, viviendo eh, algunos casos que han brotado en esas zonas de coronavirus. ¿Cómo eh, podéis eh, equiparos e intentar eh, controlar ese tipo de casos para que estén aislados? ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, estamos, como como ya hemos dicho en muchas ocasiones, estamos teniendo enormes problemas para conseguir en los equipos de protección necesarios. En este momento el mercado está totalmente alocado y, y, y es imposible conseguir todos los equipos de protección. Así que estamos teniendo muchas, muchas dificultades que nos han hecho tomar decisiones que no nos gustarían de tener que reajustar programas médicos. Pero estamos respondiendo en, en, en muchos países, en casi todos los países hay algún caso o hay miles de casos. Pero lo que quiero decir es que en casi ningún lugar está ahora mismo libre. Entonces, bueno, pues hemos preparado, estamos trabajando con los ministerios de salud de todos los países en los que estamos y además en los sitios donde tenemos hospitales, bueno, pues estamos preparando extensiones para crear los circuitos limpios y los circuitos de, de, de pacientes de coronación coronavirus, pero está resultando muy difícil. Hay falta de test, hay falta de material de protección, hay dificultades eh, bueno, pues de, de tener suficiente personal para trabajar y, y, y está suponiendo un reto. Yo llevo 25 años en esto, está siendo un reto sin precedentes, ¿no? Porque es el es el hecho de tener una pandemia no otras veces hemos tenido ébola en tres países o, o, o sarampión en seis pero tener todos los países con el mismo problema todos los países en emergencia es es es muy muy difícil y además la emergencia en los países en que estáis es otra sin embargo lo que está pasando en el primer mundo a ese tercer mundo no sé cuál es el segundo si sí, debió olvidar hacerlo no pararlo o bautizarlo así pero en ese mundo el que estáis en Médicos Sin Frontera, estáis notando la falta de protecciones, la falta de EPIs, estáis notando la misma falta de cosas que se ha notado en el primer mundo en relación a la pandemia, pero eh, para otras cosas eh, que estáis haciendo desde hace mucho tiempo porque estos eh, países tienen sus pandemias, eh, sus epidemias y sus problemas de salud eh, mucho antes. Sí, por supuesto. O sea, nosotros queremos atender a la crisis de coronavirus, pero desde luego lo que no queremos es que la mortalidad por la malaria, la mortalidad por eh, el sarampión, la mortalidad por otros millones de cosas eh, eh, se, se aumente radicalmente por la falta de asistencia de personas a los centros de salud. Para trabajar en tiempos de COVID hay que equipar a los equipos con, con, con suficiente material de protección y esto bueno pues está siendo un problema nosotros estamos muy preocupados que que el foco de todo el mundo está en el covid pero como pero si no la... pasara nada más, ¿no? Sí, claro. la mortalidad va a seguir ...siendo muy preocupante... ...tenemos la plaga de la langosta... Em, ...esperamos malnutrición... ...habrá otro tipo de emergencias... ...y lo que no sabemos es si podremos atender a todo... Eh, ...en estas circunstancias... ...que hay pocos vuelos... ...hay poco material... hay ...está siendo una, un periodo muy complicado... ...para las poblaciones... De, de, de, ...de los países africanos... ...en Latinoamérica y en Asia. El ataque de Afganistán que, que tuvisteis... ...has dicho que ha sido algo sin precedentes... Eh, ¿Era la primera vez que atacaban una maternidad y sabéis cuál, cuál era en principio el objetivo o solamente matar por matar? Bueno, nosotros eh, es muy prematuro para saber exactamente qué, qué es lo cuál cuál es el objetivo o si algún día lo sabremos lo que sí que es es sin es, es, es precedentes o sea entraron en un hospital y fueron directamente a la maternidad no hemos vivido bombardeos que también af han afectado a maternidades hemos vivido otros ataques que han afectado a maternidades pero el hecho de que alguien entre y que al servicio al que vaya sea la maternidad y que sistemáticamente se entre puerta por puerta y se mate a todo el que se pueda en una maternidad, esto sí que es sin precedentes. me ¿Médicos en fronteras llevan a Afganistán desde la guerra o desde antes? Bueno, yo ahora mismo, me pilláis ahí, no sé cuántos años llevamos, pero yo diría que Bueno, el país ha sido siempre complicado, ¿no? Eh, parece que hay que... una guerra que tuvo mucha repercusión, que tiene mucha repercusión, pero como si los eh, problemas empezaran ahí y solamente fueran esos. Es un poquito, extrapolándolo a ese asunto, pero es un poquito lo que está pasando en el mundo ahora, ¿no? Sí, sí, la, la, la sensación está de que, de, perdonarme, que estoy intentando encontrarnos llevamos desde 1980 en Afganistán. Y, y hemos pasado por muchas fases, pero llevamos desde desde 1980. Obviamente la guerra en Afganistán ha agravado muchas de las cosas que ya había, pero y como todos los conflictos eh agravan las situaciones previas, pero bueno, en el caso en el caso de Afganistán la situación es muy muy desesperada eh Pero insistimos, eh, además eh, has dicho la fecha, 1980, eh, la guerra, la que todos conocemos, eh, la información eh, que llegó al mundo entero fue en octubre, que recordad, del 2001. Afganistán, Médicos sin Fronteras, está ahí desde 1980. El mundo entero, eh, bueno, eh, es el objetivo, ayudar a la gente que necesita Médicos sin Fronteras en todo el mundo. Afganistán es uno de esos países, pero no es el único. Estáis en muchos sitios. Sí, estamos eh, sí, sí, estamos en muchos sitios. Estamos en sí, la última vez que yo lo miré en 71 países. Mm. Nosotros como Médicos Sin Fronteras de España estamos en 24 en veinticuatro países, la el foco principal es en, en países de, que estén en conflicto o a las víctimas de conflicto que estén en países en terceros países, o sea, los los eh, refugiados, pero el foco principal es, es en zonas de conflicto donde ya la pobre situación médica previa se deteriora todavía más por, por el conflicto. Has dicho Teresa que llevas 25 años, 25 años siempre trabajando como médico en Médicos Sin Fronteras o en algún momento has tenido que estar alternando tu trabajo como médico en otra zona eh, habitual y luego aparte teniendo también que asistir y quitándote de, de, de, de incluso de tu propio descanso para estar en Médicos Sin Fronteras. Yo no soy médico, eh, solo para clarificar. Ah, vale. yo, yo soy la directora de operaciones, pero yo no, no no no soy médico. No, yo empecé a trabajar en el 91 en en otras organizaciones, pero en, en médicos hace 20 años y de y en el y 91 al al 2000 alterné algunos eh, mientras estudiaba, trabajaba y hacía voluntariado. Así que yo siempre digo que llevo 25 años porque esos 10 años fueron con más paréntesis que, que los actuales. Pero en Médicos Sin Fronteras llevo 20 años. La experiencia que cogió muchos eh, países, muchos, eh, países eh, con problemas tremendos eh, de salud, ¿la experiencia de Médicos Sin Fronteras la ha aprovechado el mundo en esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, eh, en Europa hemos intentado aportar esa, esa mentalidad de emergencia, ese entender que bueno nosotros a veces lo comparamos con, con, con, la, con la medicina de guerra, no por el hecho de si es un combate o no es un combate, pero con ese sentimiento de que tienes que adaptar tus protocolos porque esto consiste en salvar al, más, al número de gente posible mayor ...y con medios menores de los que estarías acostumbrado... ¿no? Y, y, ...y hemos intentado trabajar con muchos gobiernos en Europa... Para, ...para decir, bueno, lo que lo que tenéis ahora no sirve, hay que acelerar... ...hay que acelerar, creo que ha funcionado... ...tenemos también una fuerte eh, eh, conexión con Latinoamérica... ...en el caso de África, ellos están muy acostumbrados a las epidemias... Eh, ...lo que creo que hoy por hoy estamos es enfrente a una falta de medios... para para combatir algo tan tan grande como, como está siendo el coronavirus. ¿no? De todas la, las experiencias que, que has tenido como directora de operaciones, eh, no sé si ahora se está viviendo el momento más crítico o has, tenido, o has tenido Médicos Sin Fronteras, otras situaciones mucho más complicadas que abordar. Bueno, depende del ángulo en que lo miremos. Eh, es la primera vez que yo creo que tenemos tantas dificultades para conseguir para poder hacer el trabajo por falta de logística, de, de material, pero si hablamos de, de situaciones de, de conflicto, de tensión, hemos vivido muchas, ¿no? Pero es verdad y es, es cierto que una pandemia te, te pone al límite, ¿no? Porque afecta a todos los países donde trabajamos, afecta a todas las poblaciones para las que trabajamos al mismo tiempo y eso pues, es inevitable que ponga más en tensión a una organización que está en 71 países y que además ha abierto intervenciones en Europa que no son nuestros eh, países habituales lo que lo que implica que toda la máquina está eh, bueno pues está a tope pero es nuestro trabajo y, y, y bueno pues es lo que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero sí es cierto que es raro que tengamos Una emergencia en todos los países el mismo día. ¿no? Y Médicos y Fronteras está ayudando a todos, a todos esos países y nos ayuda a todos nosotros. La directora de Operaciones de Médicos en Fronteras, Teresa San Cristóbal, ha estado y está esta noche en la Rosa de los Vientos. Un abrazo, Teresa. Un abrazo. Gracias. Gracias. El callejón del escribano. El cine va a volver, 3600 salas en España, están cerradas, eh, pero comienzan a abrir ya los autocines, hay un primer intento, pasará mucho tiempo todavía hasta que todo vuelva a la normalidad y por supuesto lo contaremos aquí en La Rosa de los Ventos y lo contaremos con José Manuel Esquivano en el Callejón. El cine volverá a ser lo de siempre. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Claro que volverás a ser lo de siempre, faltaría más Y el cine es de fantasía, ¿verdad? Hoy vamos sí, a hablar sí. un poquito de fantasía, pero de fantasía es el traje, pero nunca mejor dicho, ¿eh? Pero, sí, sí, sí. pero eh, es lo de fuera, pero lo de dentro igual es bastante más parecido a la realidad de lo que nos imaginamos Estoy seguro, estoy seguro, no, claro que sí. Son los superhéroes quien no ha oído y quien no identifica esta música y quien no sabe de quién estamos hablando. Bueno. Por supuesto, Superman. Bueno. Superman, que tanta película... falta nos hace eh. o ya lo creo no sí, diría sí. Bien. Un, un par de ellos o por lo menos uno sí, se sí. por aquí bueno, de todos los supermanes que, que hay, que ha habido en la pantalla grande y en la pequeña, pues he elegido esta esta primera película, digamos de la época grande de Superman, la del año 78, la que dirigió Richard Donner con el inolvidable Christopher Reeve de protagonista con Marlon Brando eh, como Jorel, el padre de, de Superman, con Gene Hackman Con, eh, Margot Kidder. Bueno, tres nominaciones tuvo esta película a los Oscars, incluida esta que acabamos de escuchar, la banda sonora del gran John Williams, el hombre que enseñó a Spielberg cómo es una banda sonora. Recordamos que cuando eh, Spielberg dirigió Tiburón no le gustaba la banda sonora de John Williams y le dijo a Williams, espérate un momentito, mira <ríe> las imágenes. Esta, ¿no? <ríe> sí, Ay, sí, mira ya. las imágenes con Madre la mía. música y mira lo que pasa, ¿no? En fin, bueno, ganó de todas maneras un Oscar, eh, Oscar, a los efectos Especiales, un Oscar especial que le dieron porque realmente en ese momento los efectos especiales de este Superman pues resultaron absolutamente espectaculares. Desde el minuto uno, cuando esa nave, esa pequeña nave que viene del espacio, sabemos de dónde, aterriza en la Tierra y allí hay un chiquillo, un crío pequeñito que cae justo al lado de la casa de un matrimonio de granjeros, Jonathan y Martha Kent. Al niño le llaman Clark, Clark Kent, Y desde pequeñitos empiezan los padres, los padres adoptivos a darse cuenta de que ese niño es un niño muy especial. Es un niño que es capaz de levantar el granero con una mano el solo, ¿no? Bueno, poco a poco cuando va creciendo, Clark Kent empieza a darse cuenta de que tiene esos poderes especiales y los pone pues al servicio de la humanidad, al servicio de sus congéneres de la Tierra, aunque él comprende que no es de este planeta incluso hay una escena en la película completamente mítica en la que vemos como realmente sale disparado de su planeta Krypton, los padres se sacrifican para que llegue aquí, ¿no? Marlon Brando es el padre Schorel, es ese personaje dicen que Marlon Brando tenía unos cartones donde tenía el diálogo, porque a esas alturas ya ni sabía ni quería aprenderse unos diálogos tan sencillitos como los de esta película. De todas maneras, pues es Marlon Brando, ¿no? Bueno, pues claro, Ken llega a Metrópolis, se emplea como periodista en el Daily Planet, allí conoce a su chica, a sus amigos, a Roy Lane, a Jimmy Olsen toda esta historia. Y también está claro, naturalmente, su enemigo, Jim Hackman, es Lex Luthor, el personaje que más le va a hacer sufrir a Superman, sobre todo cuando descubre que ese cachito de mineral verde a Superman le hace muchísima pupa. Realmente una historia sensacional. Superman ha estado, ya digo, desde el año 48, el año... 52 ha habido series de televisión, ha habido películas de Superman hasta aburrir con distintos personajes, pero yo creo que tiene tanta categoría y tanta poética este personaje de Superman, que hay que recordar que salió de los TVOs, claro, es un personaje de los cómics, ¿no? Que realmente es inolvidable y además es inmortal. Siempre Superman. Lo que nos has dicho, 1978, 1978, pues hace sí. más de 40 años de esa película... Sí, sí. Que ha hecho historia totalmente porque identificamos a la figura de Superman que lleva un siglo entre nosotros pero la identificamos con Christopher Reeve y Sí, cómo estamos, sí. así es, efectivamente Christopher Reeve fallecido prematuramente después del accidente aquel terrible, pues ha sido yo creo, el, el mejor Superman no tenía muchísimo carisma y realmente ha sido inolvidable, otros también lo hacen bien, pero Christopher Reeves para mí es mi Superman Superman es desde luego el héroe el superhéroe de cine más importante pero no menos importante es el siguiente, Batman Vicky Bay hola Bruce Wayne, ¿a qué te dedicas Bruce? Me gustaría que llevaras esta operación personalmente. ¿Yo? Bonito traje. Escucha, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche. ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me sí. mate! ¿Quién es usted? Me llamo Batman. Teniente, ¿hay un murciélago de dos metros en Gosal City? Alfred, vámonos de compras. La figura de Batman, José Manuel. Qué pues sí, que, que importante es este murciélago, mitad de murciélago, mitad del ser humano. Pues el Batman. Pues sí, pues otro, otro personaje verdaderamente inmortal. El Batman primero también de esta época, digamos, moderna, es el del año 89, el que dirigió Tim Burton, y a mí de alguna manera también es el que más me gusta, con Michael Keaton de, de, de, de Batman, no sé si Michael Keaton es el mejor Batman, pero es que Batman lo ha hecho tanta gente, lo ha hecho hasta Josh Clooney, lo ¿Ah, ha hecho ¿sí? hasta el es decir que realmente hay tanto Batman para elegir, pero este primero, el de Michael Keaton con Kim Basinger, con Jack Nicholson como el Joker, un Joker tremendo, terrible, ¿no? para mí tiene toda la esencia del Batman original y sobre todo tiene todo el sello, tiene todo el estilo, tiene toda la personalidad del cine de Tim Burton, el Gotham City de, de, de Burton realmente es insuperable, habrá otras ciudades Eh, pues que tienen también ese carácter eh, verdaderamente maléfico como tiene el Gotham de, de, del Batman pero eh, el Gotham y el, y, el, y el Batman también que diseñó Tim Burton realmente me parece de lo más acertado y de lo más sensacional bueno, pues ahí están las aventuras de este hombre Bruce Wayne que es eh, aquí es el que hace Michael Keaton eh, y su eh, pretendiente, la periodista esta, Vicky Bale que lo hacía Kim Basinger guapísima desde luego, ¿no? bueno, Bruce Wayne está... ...traumatizado por el asesinato de sus padres, esto lo vamos a ver repetido constantemente, incluso en las pelis de Christopher Nolan... ...con una importancia casi casi sespiriana, ¿no? Pero bueno, aquí sobre todo lo que vemos es el nacimiento del personaje... ...este hombre vive en Gotham, la policía no hace nada, porque es una policía también eh, corrupta, en parte por evitar y por suprimir la delincuencia de la ciudad y Bruce Wayne decide tomar cartas en el asunto, como es un señor muy rico y tiene muchos medios, pues inventa desde el famoso traje de Batman, un traje verdaderamente logradísimo, ¿no? hasta toda la serie de cachibachis, empezando por su fantástico coche y terminando por todo el armamento que utiliza, ¿no? con ayuda de su criado, y bueno, pues para combatir a los malvados. El malvado principal, como ya hemos dicho, es este Joker, otro de los personajes que va a tener una consistencia importante, no solo en los TVs, sino por supuesto en la historia del cine también. Yo he contado, Bruno, hasta 14 películas de Batman en esta serie, digamos, moderna, claro, incluido el Batman Ninja y la Lego Peli de Batman. Vale. Eh! <ríe> una vez y otra, casi todos los años, hay algún Batman al retortero, Si tengo que elegir, me quedo con esta primera. Superman, Batman y... Esta tirada tiene que estar cerrada también, por supuesto, ¿cómo no? Por spider-man ¿Cómo has llegado aquí? Por la escalera de incendios. Hay 20 pisos. Tu portero da miedo. Háblenos un poco de usted, Parker. No hay mucho que contar. Peter vive con sus tíos. ¿Ya habéis cogido a ese hombre araña? No, pero lo haremos. Va enmascarado como un delincuente. ¿Quiere hacer algo que la policía no puede? ¿Qué? <ríe> <ríe> Oye, si vas a robar coches, no te vistas de ladrón de coches. ¿Eres poli? ¿Crees que si fuera poli me pondría un traje rojo y azul? eres. Sí, pues no si sí, el anterior más? personaje de Batman era mitad humano, mitad murciélago, Spider-Man era mitad araña, mitad hombre, ¿no? Pues sí, eh, verdaderamente, Batman, eh, Spider-Man es el hombre araña, claro. Eh, el hijo, fíjate, de Amazing Spider-Man, la película del 2012 la que dirigió Mark Webb eh, con eh, Andrew Garfield, con Elma Stone, con Roy Cyphans, sobre todo por una sencilla razón, es la mejor de todas. ¿Por qué? Pues porque está Elma Stone. Entonces, estando Elma Stone, claro. pues este es el mejor Spiderman. Aquí no hay, no creo que haya nada que discutir. Bueno, el el, el chaval Peter Parker, pues es un poco parecido a estos eh, personajes típicos, ¿no? también carece de padres. Eh, los padres de, se supuestamente le han abandonado, vive con sus tíos, sus tíos mayores el tío Ben y la tía May los personajes que hacen Martin Sheen y Sally Field y bueno, pues es un chaval estudioso más bien apocado, más bien tímido claro, tiene que ser un personaje que no se parezca en nada al de, pues, el personaje que va a desarrollar ¿no? eh, a él lo que le gusta sobre todo es estudiar y estar con su compañera y amiga Wayne Stacy, que es el personaje que hace en My Stone, claro. no sé si he dicho que es Andrew Garfield este eh, Spiderman, que además fue durante una, un tiempo la pareja por eso es capaz de hacer lo que no hace la policía que es legal con el maestón precisamente ¿no? bueno pues le pica una araña ya lo sabemos, hemos visto muchas veces esta historia una araña pues seguramente ha eh, estado sometida a unos experimentos eh, genéticos y eh, total que a partir de ese momento pues el cuerpo de Peter Parker empieza a desarrollar Unas características muy especiales Sobre todo que segrega un hilo Como el hilo de la araña Tan fuerte realmente como el hilo de la araña Hemos visto que una araña es capaz de colgar de ese hilo Cualquier cosa Pues exactamente igual Peter Parker enfundado en este uniforme En este traje en colorado de Spiderman Es capaz de segregar ese hilo Que le lleva a colgarse de cualquier sitio Y bueno, pues eso es un superpoder más el Spiderman es quizá El de, de los superhéroes, pues el que tiene menos poderes espectaculares, pero la verdad es que esa agilidad que le presta eh, la tela de araña de la que se cuelga, pues le hace casi casi invencible, aunque es verdad que recibe más que una estera, ¿eh? Eh, sobre todo porque tiene un enemigo en esta película, eh, que es este famoso lagarto, que le hace la vida imposible como es natural, el héroe y el supervillano, esta es la base de todas las películas de este género. Y este poker andias ese lo cerramos con Wonder Woman. Antes quería salvar el mundo. Este maravilloso lugar. Pero cuanto más te acercas, más aprecias la gran oscuridad que esconde. fuerza hace mucho mucho tiempo quería Buen salvar estés. el mundo José Manuel quería pues salvar sí. también <ríe> también eh, Núñez de balvós ojalá, ojalá viniera Wonder Woman a poner orden aquí con la, con, precisamente con la cacerola esa que lleva, que es un, un escudo sensacional, ¿no? Bueno, esta peli la más moderna es de 2017 y es naturalmente, dentro de los superhéroes tendrá que haber una superheroína digo yo, hay más de una pero elijo esta porque es la más moderna y también porque Galgado es una chica guapísima y lo hace estupendamente Wonder Woman la ha dirigido Patty Jenkins una mujer, dirige una película de superheroína, junto con con Chris Pine, con Connie Nielsen. Bueno, la, la película empieza pues de con un estilo más bien, digamos, eh, mágico, casi místico, no también guerrero, porque eh, la Wonder Woman todavía es Diana Prince, no es Wonder Woman, es una princesa, una guerrera amazona, que ha sido criada pues por su madre, la reina Hipólita el personaje que hace Connie Nielsen y por su tía, la general Antíope, el personaje que hace Robin Wright. Bueno, es una ha sido entrenada para ser una luchadora, desde luego, pero no, no pretende en ningún momento, eh, por, el, por el momento, salir de su isla. la Su madre, sobre todo, Hipólita, pues la quiere proteger del mundo exterior es como que en esa isla tiene que estar confinada, sin embargo su tía Antíope, pues pre, prefiere que esté preparada para salir en cualquier momento, y el momento llega cuando de repente un piloto estadounidense, un avión con su piloto dentro, el piloto Steve Trevor, que es el personaje que hace Chris Pine, pues se estrella en la isla, y Diana conoce a, a Steve, Steve le cuenta que fuera de la isla la humanidad está enredada en una terrible guerra, la primera guerra mundial exactamente, ¿no? que va a producir millones de, de muertos, que se está produciendo ya. Y entonces la princesa Diana decide irse al mundo exterior, llegar a Europa, llegar a, a combatir en esa misma guerra, pues para ayudar a los que a ella le parece que son los buenos, y a mí también me parece que son los buenos en ese momento. ¿no? Tiene unos poderes extraordinarios, sobre todo superfuerza y supervelocidad, Y con esa superfuerza y super velocidad, pues se convierte en un arma absolutamente invencible. La actuación de la princesa Diana, es decir, de Wonder Woman, es capaz de decidir el signo de la guerra pasando por encima de espías, de militares, de guerreros y de lo que haga falta. Bueno, una señora de armas tomat, nunca mejor dicho. Tú de quién eres, de Superman, de Spiderman, de Wonder Woman, de Batman, de Catwoman, que también era sí, una Catwoman heroína también, supuesto, feísima, ¿no? feísima, feísima, ¿eh? <ríe> sí, verdaderamente. <Pobre. risa> Harry, Harry, gata... sí, ¿a quién sí, se le ocurre? Bueno, lo hizo también, sí, ¿Quién, sí. ¿quién lo hizo más? Eh, Bueno, porque ha habido también muchas, ¿no? Pero... Sí, no, cada uno de estos personajes sí, se ha desdoblado sí. 40 veces, pero pero bueno, hay algunos más llamativos que otros, desde luego, ¿no? Eh, no, a mí me gusta sobre todo Superman, ¿eh? Soy de Superman, porque además es el personaje que he visto en los TVO desde pequeño. ¿no? Sí. antes de Batman, antes de spider-man estaban esos terreros de Superman, algunos de ellos me parece que eran ediciones mexicanas que, o argentinas que llegaban a España ya por pues, los años 60 digamos ¿no? y a mí Superman me gustaba me gustaba mucho verdaderamente y mucho sigue ocurriendo todavía en el mundo del cine porque hay actualidad y siguen pasando cosas como esta <risa> iban a juntar, lo contamos el otro día contigo, José Manuel, todos sí. los festivales según online, pero el de cans ha dicho que, bueno, bueno, no tanto, sí, ¿no? ¿no? sobre todo que cans pensaba que a finales del verano, en otoño, pues podría celebrarse quizá el festival. Recordemos que Cannes estaba eh, preparando su edición número 73 y que desde el año 46, Eh, es decir, nada más terminada la, la, la guerra mundial, ¿no? Eh, nació Cannes como una especie de, de festival, como una, como una más bien una, un festival social, digamos, ¿no? Pero claro, el peso del cine enseguida lo convirtió en el gran festival de cine, ¿no? Solamente en el año 48, y en el año 50 dejó de celebrarse por problemas presupuestarios y también porque había empezado en otoño y coincidía demasiado con Venecia, ¿no? Y luego en el año 68... ...que los jóvenes de la Nouvelle Vague... ...de los que hablábamos el otro día... ...Godard y Trifo a la cabeza... ...impidieron que se celebrara el festival... ...porque no les parecía... ...que las revueltas del 68... ...pues eran propias de, de un festival como ese... ¿no? ...todo lujo y, y, y, y todo glamour... ¿no? ...menos esos años se ha celebrado siempre... ...y en este año ya han decidido que no... ...no se va a celebrar ni ahora en mayo por supuesto, ni tampoco en el otoño. Lo que sí ha hecho el festival, según contaba su delegado general, Thierry Fremont, es ceder sus películas, las películas que tenían ya prácticamente seleccionadas, pues para otros festivales, incluido San Sebastián. San Sebastián, Venecia, Toronto, Doville, eh, Nueva York, eh, el Festival Lumière de Francia... Eh, el Festival de Cannes ha puesto su programación a disposición de estos festivales para que sus películas se puedan ir viendo en, en el resto de los certámenes si es que verdaderamente se puede celebrar. Eh, Venecia llega en septiembre, San Sebastián, ojalá para ese momento pues se puedan ver las películas. En, en los autocines, como tú decías, que es verdad que están empezando a, a abrir a ver si es posible que por lo menos yendo en coche a unos espacios abiertos se pueda ir al cine o si no de la manera que sea. ¿no? Es, la verdad es que está difícil, pero de alguna manera esta iniciativa de Cannes habla sobre todo de solidaridad y de amor al cine. Yo creo que eso es lo importante. Y también hay mucho amor al cine. Están recopilando películas ¿eh? de otra forma, pero va a haber Goyas, ¿eh? va a haber Oscar, ¿no? Pues sí, efectivamente, siguiendo un poquito la estela del Oscar, que ya habían comunicado en la Academia Americana que este año la ceremonia se va a realizar, pero que van a entrar en competición las películas que se hayan podido estrenar en las salas y también las que se hayan estrenado en las pantallas pequeñas, en las plataformas, en vídeo en demanda y en, en alquiler y en todas las fórmulas posibles de las plataformas. Y, por supuesto, la Junta Directiva de la Academia del Cine de España, la promotora, como sabemos, de los Goya, pues ha acordado que van a flexibilizar eh, las normas, de la convocatoria y que la edición de los premios Goya 2021 bueno pues será la 35 edición va a pasar lo mismo, se van a poder van a poder competir todas las películas estrenadas en las salas, las que ha habido en estos primeros meses del año y si es posible que quepa alguna eh, después de que pase la pandemia y también las que se han estrenado en las plataformas A mí me parece que esto pervierte realmente la idea de la competición de los Goyal. Siempre ha sido para las películas estrenadas con público y con taquilla. Y además muchas veces ha habido eh, circunstancias realmente raras con respecto a, a estas condiciones. ¿no? Bueno, sí, hay que entender que en esta ocasión, aunque la Junta de, de la Academia siga apostando naturalmente por el cine eh, en, en los cines pues hay que concederles que si no es que no se iba a poder celebrar porque realmente las películas estrenadas van a ser muy pocas y no va a tener eh, orgullo, la trascendencia que debe aún así yo me pregunto si en conjunto va a haber una cosecha de cine español suficiente como para una para una ceremonia como la de los Goya de cada año, pero en fin, habrá que pensar que de alguna manera hay que hacerlo mejor será eso a lo mejor que no suprimir eh, la edición de 35 de los Goya Va a estar muy, muy difícil porque estoy pensando, las películas españolas, fundamentalmente, las que han triunfado, en las plataformas en la pequeña patella son películas que estaban estrelladas ya son segundos recorridos, sí, o en sea, segundas sí, vidas sí. que han sido espectaculares hay como triunfos, pero que son del año anterior en cierto sí, momento. Es verdad es verdad, eso es cierto estrenos de, de enero, febrero y, y, y medio marzo ha habido realmente pocos el otro día contábamos los estrenos que ha habido y son menos porque además son los meses en que el cine español también estrena menos, luego como recordaréis todo el mundo llega abril, llega mayo y se estrena infinidad de películas españolas claro, tampoco se han decidido las distribuidoras de momento excepto alguna eh, honrosa excepción a estrenar en las plataformas si esto cunde, pues pues verdaderamente creo que a partir de este mes, mayo, junio, julio, agosto, sí que va a haber algún número importante de estrenos de cine español en las plataformas. Yo digo, no será tan fácil llegar al número y quizá tampoco a la calidad y al interés de un año normal, pero es que este no es un año normal desde luego que no, por desgracia no estás en un año normal nos tenemos que adaptar, también se está adaptando el mundo del cine pero lo estamos contando aquí en La Rosa los vientos en el que por supuesto con José Manuel Esquivano, gracias José Manuel un abrazo Bruno, hasta luego Señales del fin del mundo el del Mundo con Javier Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Anda, que te gusta estar en la playa? ¿eh? Oh, aquí estamos, en la edición en pijama. <risa> <risa> ¿Y qué estás cazando? Pues mira, estamos cazando... <risa> bueno, de pues, todo. Primero, permíteme que, que pues, empiece esta sección sí. haciendo un llamamiento. Eh, el miércoles por la noche han secuestrado, literalmente, Eh, ...a Marta y a Ider, ...que son dos primates... ...que estaban en un centro de recuperación... Eh, ...después de permanecer... ...veintiún años ahí en las condiciones más parecidas a la vida salvaje, a las que no pueden volver después de haber sido víctimas de, de malos tratos y de comercio ilegal. Son dos eh, primates, ya muy de una edad avanzada, con unas necesidades de medicación eh, diaria especiales y que eh, fueron recuperadas en su momento por el Seprona. Es decir, están bajo la tutela del Estado, no son patrimonio de, de ninguna sociedad aunque permanecen bajo custodia y no asociación, pero son, pertenecen al Estado. Digo esto porque los memos, los individuos que han secuestrado, han robado a Marta y a Eider, no se sabe con qué fines, esperemos que en breve puedan ser localizadas y devueltas con vida cuanto antes. Entre otras eh, razones, porque estas personas que han secuestrado a Marta y a Eider, no sé si desconocen, por su ignorancia o por lo que sea, que la pandemia mundial que estamos sufriendo es por invadir el hábitat de los animales salvajes como son estos dos primates y de ahí, eh, al ser reservorios de virus eh, que son mortales para la humanidad, son la barrera donde permanecen estos virus que a ellos no les afectan, son simplemente portadores, pero no les afectan y si nosotros entramos en contacto y invadimos los hábitats de estos animales, pues pueden ocurrir pandemias como la que estamos sufriendo hay si que recordar eso, que Marta nos lo contó, Fernando nos que lo contó, Daris, exactamente sobre todo porque se estresan los animales claro, y, y entonces ya el sistema inmunitario lo tienen eh, muy bajo y el, y el patógeno sube es mucho más virulento Eh, eh, hace, en, en estos días, a raíz de, bueno, todas estas eh, noticias de que si los animales, incluso los gatos y tal, esto he, rey, he leído en estas malditas redes sociales, que yo tanto aborrezco, eh, que fuera gatos y perros. No, señor mío, señora que escribió esto, los que tenemos que salir de los hábitats de los animales salvajes uh -huh. somos nosotros, sí. como nos explico muy bien. Me, digo esto como percha de, de lo que vamos a comentar ahora. ¿Por qué hablo de Marta y Eider y pongo, si nos escuchan estos memos que han, han secuestrado a Marta y Eider cuanto antes las devuelvan en condiciones... en las mejores condiciones posibles... para que ellos mismos no se infecten... Eh, de los posibles patógenos... que les puedan transmitir... aunque están cuidados en condiciones por veterinarios... Marta Yeder. Eder... Eh, eh, los científicos... saben que murciélagos, roedores... y primates... son los anfitriones preferidos... los reservorios de estos virus... que a ellos no les afectan... y que sí nos afectan a los humanos... y por eso... Eh, hace ya casi 20 años hay unos eh, grupos de científicos por varios sitios del mundo, fundamentalmente por Asia, África eh, y Centroamérica, de Sudamérica también, eh, en, yendo a cuevas donde habitan los eh, murciélagos, por ejemplo, para eh, extraerles muestras biológicas y de ahí analizar los virus de los que son portadores, pero que en ellos no se manifiesta la virulencia de estos patógenos, de estos virus que han causado la pandemia que estamos padeciendo ahora al mismo por todo el mundo. Hace veinte años ya eh, eh, profesionales y, y eh, virologos y veterinarios eh, que visitan estas cuevas y saben exactamente por dónde andan, por dónde están, en qué lugares y eh, esperan los momentos en que eh, los murciélagos, especialmente, son muy eh, los los animales, recordemos que los murciélagos son mamíferos voladores que, por esta especial característica, tienen un sistema inmunitario muy ...muy especial... ...muy definido en, en, en ellos... ...que les permite haber evolucionado de una forma en la que los, eh, estos, estos virus habitan en ellos pero no les hace padecer enfermedades, pero evidentemente si sí la, la, la transmiten a otros animales, a otros mamíferos y de ellos o directamente de los murciélagos en zonas donde eh, están muy cercanos o prácticamente conviven con población humana, si sí transmiten las enfermedades ...que ellos no padecen... Eh, al, ...al ser portadores de estos virus... Eh, ¿cómo, ...¿qué es lo que hacen... Estos, ...estos virólogos... ...estos expertos... ...entre ellos el profesor Mark Balituto... ...del Smithsonian Institute... ...de los Estados Unidos... ...pues van a estas cuevas... ...se protegen eh, especialmente... ...porque una mordedura de estos animales... ...les haría eh, ser... Eh, el, ...el enfermo número... Eh, ...cero otra vez... De, de, ...de un brote de estos... Y entonces se protegen muy especialmente para coger a estos cazar a estos eh, murciélagos eh, sedarlos y extraerles eh, todo tipo de muestras biológicas para después ser enviadas a un laboratorio y extraer eh, analizar los virus que, que, que, o sea, que ahí, llevan estos... al origen no la consecuencia que causan exactamente, al origen, porque ellos saben que, que, que se sabe que si sabemos dónde está el origen de esos virus y los lugares en donde están estos virus los es mucho atacar, más claro. fácil Eh, defenderse de estas zoonosis que al final llegan a ser, al ser humano estos eh, virus llegan a, la, a los laboratorios y eh, se, sec eh, se secuencia su genoma y se comparan con una base de datos que se llama PREDICT que está financiado por una agencia estatal de desarrollo internacional de los Estados Unidos y se, se, se comparan si estos virus ya existen ya han sido estudiados y si eh, qué es lo que han hecho en eh, En, época, en momentos anteriores. Y si son virus nuevos, como este nuevo eh, virus, el SARS-CoV-2, que es el responsable de la pandemia COVID-2, eh, este COVID, por supuesto, esta de COVID no significa, en mi COVID no significa diciembre, lógicamente. no. No para mí no significa no. Eh, en diciembre no hay que, hay que leer hay que, hay que documentarse un ah, poco pues yo, yo pensé que yo pensé que, pero es natural o artificial <risa> no bueno avanzamos vamos sí, a sí. dejarlo ahí vamos a dejarlo bueno pues eh, eh, esta es un virus nuevo. Ya expertos como Epstein, de, de, um, que es un, uno de los cazadores que llevan muchos años eh, sabiendo dónde se encuentran estas cuevas, se, eh, detectaron un ancestro o un pariente, digamos, originario, por decirlo de alguna forma, en 2013. Pero, bueno, después de analizarlo, vieron que no era mm, demasiado eh, potencialmente peligroso en aquel momento. ...ojo, hay que decir que ese virus... ...que ya vieron en un eh, murciélago en 2013... ...tiene un eh, parecido... ...pero no es el mismo que ha originado esta pandemia... Eh, es un ancestro... Eh, ...dicen los expertos que es el mismo que ha mutado... ...no, parece ser que no, que no ha mutado... ...a esto hay que añadir que hay otros expertos que dicen... ...que esta caza de virus aporta poco... ...es decir, hay para unos y para otros... Pero el hecho es que se está realizando esta caza de virus para intentar saber más de estos virus que pueden llegar a la, a la humanidad. Esa caza de virus eh, que puede ser, de todas formas, eh, tenga el resultado que tenga, pero puede ser eh, bueno para intentar atajar aquel problema y oh o Este problema o problemas a futuros. O prevenir a, a, claro. a, a la gente local que vive cerca de, de donde están estos focos, estos murciélagos. Claro, para, el... para pararlo lo antes posible. Exactamente, y para contarles que no contacten mucho con ellos. Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana, querido. Y mañana vuelve La Rosa dos Ventos a partir de las doce y media de la madrugada.